La órbita de Endor. b a t m a n mi Superman, el amanecer de la justicia. Esta semana toca película de DC Comics. Y de la misma manera que cuando toca una película Marvel no entiendo la indignación y la postura de rechazo e irritación de los d c i t a s fanáticos, que ahora salgan los talibanes marvelitas a refunfuñar con que sus héroes y su todo es mejor, se me antoja de recreo de párvulos. A mí me gustan los cómics de superhéroes, y es cierto. Que Batman es lo que más me gusta, pero en términos generales quizá esté más en sintonía con Marvel que con DC. Pero de ahí a tomar partido en su guerra corporativa sin estar en nómina de esas empresas, sin que me paguen comisión por la publicidad gratuita. Sencillamente, dejarme llevar por un ideal absurdo, como si esto fuera un equipo de fútbol o un partido político. Hay un trecho muy amplio y es bastante penoso ver cómo la gente ataca todo lo que haga la compañía rival de la que ha decidido defender ridículamente solo porque uno es de Marvel o es de DC. Que ellos lo hagan es otra cosa, porque forma parte del marketing propio de este tipo de productos, pero que el aficionado les haga el trabajo sucio gratis es muy lamentable. Afortunadamente, ni todos los d c i t a s ni todos los m a r v e l i t a s proclaman esta yihad. Editorial. No estoy hablando de todos. Hablo de esos que se piensan que van a heredar la empresa o qué sé yo. Y que esta semana se piensan enclaustrar en sus casas porque la competencia. ¿Competencia? ¿Pero competencia tuya de qué? En fin, porque la competencia saca una película con la que ellos no pueden disfrutar porque son muy m a r b e l i t a s ellos. Y otros han ido al cine solo para defenestrarla de gratis. Que lo mismo la película lo merece, pero muchos van con ese chip. De ir a reventarla y que serán incapaces, incapaces de detectar ni el más mínimo mérito. Y luego están los que en estos días se masturbarán con cada segundo de este Batman v Superman porque no pueden decir nada malo, ya que son cruzados de ceitas de la muerte. Y dentro de un mes echarán pestes con la Civil War del c a p i t á n América porque es lo que se espera de los extremistas ciegos como ellos son. Pues tanto los intolerantes sectarios de Marvel, Como DDC, sois todos muy tontos. Y ojalá n os dejéis en paz y entendáis que lo de hoy pretende ser un análisis, atención, comillas, imparcial y en absoluto partidista, porque nadie nos paga para que opinemos de una determinada manera. La palabra clave es objetividad, cosa de la que no puede hacer gala una putita intransigente de u n editorial de cómics. En fin, hoy en La órbita Endor hablaremos de las mejores etapas de Batman y Superman como binomio en el mundo de los cómics. Y después, examen riguroso de la película Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, que no Batman V Superman, como decía cierta taquillera del cine. En fin, pero hoy, descelebrados, no. Gracias. Despegamos. Conectando motores. Escuadrón, atento. Trayectoria trazada. Objetivo. El cuadrante de la fantasía y la ciencia ficción. Recordad la misión, muchachos. Defendemos la imaginación. La honramos. No podemos fallar a los nuestros. Miles de soñadores dependen de nosotros. El portal está abierto. Alas en posición. La órbita de Endor fijada en los monitores. A mi orden, ignición. 3, 2, 1. Despegando. Dosier de los cómics, hoy con Batman y con Superman, no podría tener mejores invitados que Antonio Monfort. t Bienvenido. Me ha encantado, un placer, a Estás por aquí otra vez. Y Paco Garrido, ¿qué tal estás? Todo bien, un placer. Aquí los, los de ceros tomando un poco el poder en estas órbitas. Vamos a ver qué, qué podemos decir sobre este binomio Superman, Batman, Batman, Superman, porque sí es cierto que. Eh, han llegado a tener sus propias colecciones en las que los dos personajes pues hacían sus, sus cositas de, de superhéroes, de personajes que van con su capa por ahí h a c i e n desfaciendo o d en tuertos, por decirlo de algún modo. Pero todo esto se remonta a, a, a la etapa clásica, ¿no? a, a lo a lo que siempre se ha llamado la Edad de Oro, porque aquí, con, aquellas, con aquel asunto de la Feria Mundial del cómic. De los años 40, parece ser que ahí se les ocurrió la idea de juntar a estos dos cracks. Cuéntanos un poquito cómo funciona este asunto, señor m a n f o r d Bueno, mira, pues、eh, efectivamente la primera vez que aparecen juntos Batman y Superman en una portada,、eh, y de hecho en cualquier otra parte, es precisamente en ese especial de la Feria Mundial de 1940. Hay que decir que ya en 1939、eh, DC había participado en, en la Feria Mundial de, de Nueva York, en aquella época. Esto es una especie de. como si fueran las expos que se hacen aquí en España, como la Expo 92 en Sevilla, una cosa así. Pero que curiosamente duraban bastante tiempo, se repetían digamos, durante varios años en, el mismo, en la misma ciudad. ¿no? Entonces en el, fueron los dos años en Nueva York y en el 39. Apareció Superman en solitario. Superman había sido el gran éxito de aquel, de aquel año. O sea, había aparecido el año anterior, pero en el 39 estaba totalmente en la cresta de la ola. DC quería llevar al personaje más lejos de las páginas de los cómics y la, la Feria Mundial parecía el, el vehículo adecuado para hacerlo. ¿no? Eh, en este nuevo año, Batman se había incorporado. Estamos en 1940, era un poco el mismo caso, pero un año después Batman había aparecido, tenía mucha fuerza. Y la idea de DC es venderles a los dos juntos. Así que se les ocurre hacer una, una portada. Para este especial, que curiosamente、eh, estos especiales acabaron siendo un fracaso. O sea, eran de los pocos, los pocos por no decir prácticamente los únicos cómics de, de la época, de estos personajes que no vendieron prácticamente nada. Pero sí que ha quedado para la historia esa portada que había dibujado Jack Barnley, que era uno de los,、eh, de los dibujantes de c y g i l y Schuster el, del estudio de Cleveland. Eh, bueno, donde aparecían juntos por primera vez estos dos, estos dos personajes.、Eh, digamos que sentaba un precedente que sería tomado bastante a menudo a partir de entonces. Pero no funciona porque, quiero decir, si cada personaje en solitario. No, no se, sí, o sea,、mm. no se trata del cómic en sí. O sea, no se trata del cómic en sí. Se trata de que esto no es un cómic al uso que se d i s t r i b u i e r a por los kioscos y que lo pudiera comprar la gente así como así. Era una especie de, de panfleto de propaganda para entendernos, una especie de, de folleto promocional que se tenía que vender en la feria. Entonces,、eh, ellos pensaban que eso sería una campaña de marketing buena, que eso sería algo que, que repercutiría muchísimo y esa repercusión no se produjo. De hecho, todo el evento de, hecho, de las ferias estas económicamente no funcionó demasiado bien, incluso más allá de. De DC Comics, o sea que curiosamente no es que fuera、eh, un gran exitazo este, este primer cómic, pero es algo que, que no era por los personajes, era totalmente ajeno a ellos. Decir, el evento en sí mismo no fue precisamente rentable, que digamos acabaron en, en la quiebra y, y los cómics estos、pues、no, no tuvieron mayor repercusión. Además, en el interior eran historias corrientes y molientes de cada uno de los personajes por separado y la única característica de estos cómics es que compartían la portada, sin más. Vale, y todo esto que tenía que ver con. Con el World's Finest? Que... Pues con World's Finest no、mm. tenía prácticamente que ver nada, es un precedente. De hecho, aparecen ahí por primera vez y empiezan a pensar que sería una buena idea que hubiera una colección, digamos, dedicada a, a Superman y Batman en conjunto.、Mm. Curiosamente, aquí no estamos hablando de la sociedad de la justicia, donde los superiores formaban equipo y compartían aventuras, etc. Sino World's Finest, que al principio se iba a llamar World's Best Comics. O World's Best,、eh, los mejores del mundo, pero literalmente, Best, World's Best.、Uh -huh. Pero había una revista rival por aquellos años que ya tenía ese nombre le dio el toque de atención a DC. Y esto es para no liar las cosas, acabaron matizando que a partir del número 3 se iba a llamar World's Finest. Bueno, World's Finest, como digo, era en definitiva una especie de gran contenedor donde iban a meter un poco un festival de aventuras de superhéroes. No era la, la colección donde Superman y Batman vivirían aventuras juntos, eso vendría mucho después. Era simplemente una excusa para cada cierto tiempo, q u e al principio la, la revista era, aparecía, aparecía quincenal, quincenalmente, luego va espaciándose más. Era una manera de que aparecieran más y más aventuras de estos personajes, aparte de las que ya aparecían, que eran muchas. ¿no? Era una excusa más para meter historias de estos personajes. Pero como digo, era un contenedor de historias. Ahí había historias de Superman. Historias de Batman, incluso historias de muchos otros personajes más pequeñitos, porque de hecho al principio esta colección era como digo, una especie de, de, de gran contenedor, de gran bloque, donde tenía nada menos que 96, 96 páginas y ahí dentro pues, metían un montón, un montón de cosas. Como digo, la periodicidad fue cambiando, pero en un principio eran bloques, d e un cómic bastante grande, pero eso sí, cada uno de los personajes vivía aventuras por separado. No les ponían juntos, como sí que era el caso de, de la Liga de la de la Sociedad de la Justicia en aquellos años. O sea que entonces s era í un engañabobos, o sea, aparecían juntos en la portada, pero luego no, no tenían aventurillas por ahí mano a mano. Sí, pero hay que pensar que estamos hablando de los años 40. Era lo más normal del mundo que en aquella época los superhéroes que compartían aventuras eran los superhéroes menores. Eso t tiene una explicación muy sencilla. Superman y Batman vendían cómics como churros por sí solos. No necesitaban a nadie más para vender cómics. Entonces, personajes más pequeños de aquella época, como el Hombre Halcón, o Flash, o Linterna Verde, Linterna Verde de aquella época, eran personajes que por sí solos aguantaron una serie. Igual la cosa no, no acaba de tirar demasiado bien. Y a veces, cuando se le ocurre decir, bueno, si por sí solos no funcionan, vamos a juntarles todos en, una mismo, en un mismo equipo y a ver si todos juntos la cosa funciona. Y efectivamente, personajes como el Dr. o o c t Fate, como pues, lo que he mencionado antes, Flash, Green Lantern, Hawkman, etc., aparecen y forman la sociedad de la, de la justicia. Con el tiempo se incorporaría ahí también Wonder Woman. Y Superman y Batman son algo así como miembros honorarios, lo que quiere decir que pasan a saludar. a decir nos gusta este equipo y cuando hagamos falta y así、si、eso ya vendremos. Pero no aparecían en la Sociedad de la Justicia, como luego pasaría lo mismo en la Liga de la Justicia muchos años más adelante. Como luego pasaría lo mismo en los Vengadores en Marvel. Los primeros Vengadores no son las grandes espadas de la editorial, son los personajes que no tenían colección en ese momento, o se les había cancelado, o eran demasiado pequeños. Pues este es el caso de las colaboraciones, las primeras colaboraciones en, entre personajes. De momento, Superman y Batman vivían aventuras por separado y nadie parecía estar preocupado porque tenían que vivirlas juntos. De hecho, la Las primeras aventuras que iban a vivir juntos iban a ser fuera de los cómics, en, la, en el serial de radio. Bueno, pues aquí no nos podemos meter por ahí, porque el tema de los seriales de radio, como aquí, es algo tan ajeno、uh -huh. esto sí que es muy difícil de, de explorar, por lo menos aquí en nuestro país. O sea. Bueno, también es una cuestión de tiempos y de épocas. ¿eh? O sea,、mm -hmm. si estuviéramos hablando, bueno, estaríamos, si estuviéramos haciendo radio ¿eh? en los años 30 o 40, probablemente la cosa nos sonaría un poquito más, incluso en España.、Eh, aquí estamos hablando, como digo, de una época muy, muy primitiva.、Eh, estamos hablando aquí de 1945. La televisión ni siquiera se ha implantado en Estados Unidos todavía. El medio de comunicación de masas es la radio. Y de hecho, el objetivo al que apuntan estos personajes cuando van a salir de los cómics es la radio. Es la radio la gran, la gran,、eh, digamos, lo que va a arrastrar al público, lo que la gente se reunía para escuchar cada tarde. Y los seriales de radio de Superman son un exitazo, entre otras cosas porque la televisión no ha llegado. Luego llegará George r e e v e s con su serie de televisión, pero aún faltan unos cuantos años para eso. De momento, el éxito y multimedia pasa por la radio en aquellos años. Es una característica de una, la época más u n c a Una preguntita: ¿y qué margen horario tenían estos seriales? Porque, entre comillas, eran. Eh, programas de radio muy destinados al público juvenil, con lo cual、uh -huh. me imagino que no, se, no lo pondrían a las dos de la madrugada. No, no, lo ponían a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde, claro. ¿verdad? Sí, lo ponían、mm. sobre las o de la tarde. Bueno, a ver, hay que decir que estos,、eh, digamos que estos s e r i a l e s se emitían en diferentes estaciones. Entonces, cada una de estas estaciones podía programarlos en diferentes horarios y luego estos s e r i a l e s duraron muchísimo tiempo. A lo largo de este, todo este tiempo, pues fueron, digamos, cambiando de, de horario en varias ocasiones, etcétera. Pero la idea, y de hecho, los primeros,、eh, si no recuerdo mal, porque te hablo de memoria, eran básicamente a las cinco de la tarde. O sea, los críos esperaban ese momento para decir, Es el momento de sentarme, pongo la radio y escucho 10-15 minutos, porque no duran mucho más, incluso algunos duran menos, estos pequeños episodios,、uh -huh. y así cada día voy escuchando una pieza de estas historietas de esa manera. Que acababan con grandes cliffhangers para que al día siguiente estuvieras ahí otra vez sentado. Bueno, en ocasiones sí, o formaban bloques de cinco episodios que formaban sus propios seriales, otras veces cuatro, tres,、eh, ese tipo de cosas. Pero sí que tenían ese punto siempre de, de la continuidad. Y claro, ofrecían un, un tipo de, de historias que en los cómics no se podían reflejar o era mucho más complicado. Tenían otras limitaciones, por supuesto, pero eran, digamos, la, la, la multimedia de la época, era lo que se podía ofrecer en aquellos años y de hecho, d e Se esforzó muchísimo para meter a Superman en los seriales de radio, funcionó como un tiro. Y estuvo muchos años, pero fue, costó mucho al principio、eh, que saliera ese serial de radio, porque, porque digo, era como un salto cuan, cualitativo, ¿no? O sea, de los cómics, que、mmm, Superman había sido una revolución en los cómics, pero eran cómics, o sea, los leía quien los leía, de ahí a la radio era un salto completo, ¿no? Mismo, lo mismo que hoy en día cuando un personaje salta al cine, o sea, por ejemplo, e l caso de la reciente de Deadpool, ¿no? Deadpool podíamos conocerlo, la gente de los cómics, pero ahora que está en el cine, ha、bueno, llegado a un público mucho más amplio. Esto、uh -huh. es lo que pasaba con la radio. Bueno, es que son dos medios completamente distintos. O sea, uno es、uh -huh. visual pero sin sonido. Y el otro es completam o sea, completamente ciego pero con sonido. ¿no? Entonces, trasladar las historias. Hombre, todos hemos oído que más que menos en películas y en series nos podemos hacer una idea más o menos aproximada. Pero bueno, es en los seriales de radio, volviendo otra vez a nuestro tema. Cuando、uh -huh. aquí no tiene ningún problema en elegir al actor que solía poner la voz a Batman y al que ponía la voz a, a Superman, unirles y. Que tuvieran、claro. historias juntos, me imagino. Sería fácil sí, aquí De、realidad. hecho, también, no te creas, no fue algo demasiado planificado, fue algo más bien circunstancial. Porque el, el actor que interpretaba a Superman, a Clayton b a t Collier,、eh, claro, este hombre tenía que, que grabar todos los días. Y este hombre necesitaba vacaciones, necesitaba hacer otras cosas, porque además este hombre era presentador de sus programas y era toda una estrella de, de la época. Y, y bueno, ¿cuál fue la solución para darle a este hombre margen y tiempo libre? Pues hubo varias. Darle mucha cancha a los secundarios, de, o sea, había muchas historias, se protagonizaban personajes como Jimmy, como Lois, etcétera, etcétera, dejando a Superman un poquito más en, en segundo plano. Otra opción fue la aparición de la Kriptonita. Porque la criptonita aparece en estos señales de radio y con eso quitaban de en medio a Superman. Y la otra opción era darle protagonismo a Batman. Batman en aquellos años todavía es menos popular que Superman、eh, y, por, y, bueno, y, y aparece como estrella invitada. Pero、eh, el mundo de Batman es muy rico ya en aquella época, en el sentido de que tiene personajes como Alfred, o el comisario Gordon, etc. Y, y bueno, pues、eh, el hecho de, de, de hacer、eh, que vivan aventuras、eh, con Superman de por medio y que haya tramas en las que Superman, digamos, se quite de medio para que sean Batman y Robin los que lleven el peso de la acción, pues le quitaba peso a Clayton Bat Collier, que es, lo que, que es lo que querían en definitiva, ¿no? Y por eso mismo. La primera vez en que se vive, viven una aventura juntos、eh, Superman y Batman es en este serial, concretamente en uno que se llamaba El misterio de los hombres de cera. Es un episodio más, bueno, es un bloque de seriales de estos dentro de, del serial de radio de, de Superman. Esa fue la primera vez, no la última. Llegan a haber hasta 13 colaboraciones diferentes. Y bueno, pues históricamente es la primera vez que estos dos personajes colaboran y viven una aventura juntos en, en cualquier medio, incluido el cómic, porque hasta entonces en el cómic nunca se habían encontrado en, en sus páginas. Bueno, pues si quieres. Ya... Damos carpetazo a lo que podríamos denominar la etapa clásica. Nos metemos con la edad moderna porque aquí ya sé que podemos regresar al medio original, al medio natural, donde nos sentimos cómodos. que Aunque bueno, que digamos esto haciendo en teoría radio entre comillas nosotros es complicado, pero bueno, es que estamos hablando de cómics. Edad antes, moderna, Edad moderna, Monfort, cuéntame cosas. Antes de pasar a lo que podríamos llamar la edad moderna,、eh, es importante reseñar el,、eh, la colección que se llamó World's Finest, o sea. Wolf a r i n habíamos hablado de ella antes, pero realmente, como digo, tuvo muchos cambios. Y hay uno de esos cambios que sí que es importante que quede claro. Hablábamos de que al principio era una colección, básicamente, que tenía historias diferentes: historias de Superman, historias de Batman, en el mismo contenedor. Pero llega un momento, un poquito más adelante en el tiempo, en 1954. En que、eh, hay que recortar el número de páginas, las cosas empiezan a ponerse feas para el cómic de superhéroes, y es este momento en que deciden decir, bueno, ¿cómo demonios metemos historias de varios personajes si tenemos que poner tan pocas páginas? Y es aquí, cuando se, es aquí cuando se les ocurre la idea de que por fin van a trabajar juntos. Como digo, estamos en el 54, ya habían trabajado antes juntos en el cómic. Hay un cómic de Superman, el Superman 76, del año 52, que, bueno, pues cuenta, es un. Un número más de Superman, absolutamente nada interesante, historias e t cortas del personaje, pero en una de ellas se conocen Superman y Batman y a v e r i g u a n la identidad secreta del uno del otro. Eso fue un precedente. Y luego, como digo, a partir del 54, en World's Finest, es cuando ya literalmente cada mes o cada cierto tiempo, porque la periodicidad va variando, viven aventuras juntos. Y esta serie, por eso la, la recalco, World's Finest es lo que es el eje. De la auténtica relación de Superman y Batman en los cómics y lo que hace que estos dos sean un equipo en sí mismos. O sea, aquí no hablamos de la Liga de la Justicia, aquí realmente hablamos de que estos dos formaban un equipo muy característico dentro de DC y que, y que tenía sentido por sí mismo. Y eso se reflejaba casi casi en exclusiva en esta colección de World's Finest. Estamos hablando de que empiezan a colaborar en el 54 y la serie duró hasta el 86. Y ahí sí que nos meteríamos ya en la etapa moderna. Hubo altibajos de todos los colores, colaboraciones de los villanos entre ellos. Hubo etapas en las que,、eh, sobre todo, Batman perdió popularidad y otros superhéroes empezaban a colaborar con Superman. Hubo etapas en que la serie estuvo protagonizada por los hijos de Superman y Batman. O sea, tremendo, lo retorcido que llega a ser esto. Y es verdad que suelen ser historias que normalmente. No afectaban demasiado la continuidad de los personajes ni eran demasiado trascendentes. Era más bien una excusa para decir: son los dos grandes, son los que más venden y por tanto, si los ponemos juntos en una aventura, acabarán vendiendo. Y este Wolf f i n e s con sus más y sus menos sí que duró hasta la renovación de Crisis en Tierras Infinitas que sí que nos planta en la, en la era moderna. De todos modos, o sea, la verdad, yo en este sentido no sé qué pensáis vosotros, pero. Me parece dos personajes e s t á n completamente distintos. O sea, los personajes、uh -huh. villanos que pueden dar mucho juego con uno no funcionarían con el otro. O sea, el que los dos estén cooperando、eh, en una historieta y que realmente funcione es muy difícil. Hace falta echarle mucha imaginación por lo contrapuestos, ¿no? Que son el uno con respecto al otro. O sea, que realmente tiene mucho mérito, pero si hasta ese instante. No, hombre, me imagi... ahora si quieres, nos puedes reseñar cuáles son las mejores. Etapas de The World's Fines y luego ya hablamos de otras, de otras colecciones、uh -huh. donde también hayan、eh, aunado esfuerzos, pero verdaderamente en este sentido, joder, es que、mmm, a mí me ponen como guionista, porque a mí se me ocurren, yo creo que todos los l e c t o r e s de comics tenemos un pequeño guionista dentro, ¿no?、Uh -huh. Y tenemos nuestras especialidades, entonces yo me veo capaz. De sacar adelante durante un año, luego ya me moriría y me pegaría un tiro por, por el síndrome de la página en blanco. Pero yo durante un año creo que podría llevar una colección de Batman o de Superman. Pero ambos juntos no creo que durara ni n tres números. No, no sabría qué hacer. O sea, no tengo ni idea. De, sobre todo que funcionara. n o Pero bueno, ¿qué, ¿qué grandes momentos nos dio World's f i n e s O sea, ¿cuáles son las series o arcos argumentales que tú destacarías como. los que la gente debería leer. Bueno, ya te digo que no es una colección que, que destaque especialmente por, por haber tenido grandes historias o haber sido especialmente memorable, especialmente en esta época clásica. Yo, más que destacar por grandezas de historias, se podía destacar etapas que han sido curiosas. Mira, es una colección, por ejemplo, que、eh, al que le guste el estilo de los cómics de la Edad de Plata, ese estilo pues, pues,、eh, tan ligero, tan camp. Si me apuras o llámalo como quieras, lo reflejó muy bien. O sea, eran historias muy absurdas en los años 50 y 60, donde normalmente Batman ganaba poderes o Superman los perdía y tenían que enfrentarse a una amenaza común. Había mucho cambio de identidades, el uno se disfrazaba del otro. Entonces,、eh, reflejó bien ese, esa, época, esa época de la Edad de Plata. ¿no? Hay, tienen que gustarte ese tipo de cómics y no pues malamente. ¿no? Una etapa que a mí me parece muy salvable de la serie es precisamente la última, la de mediados de los 70 hasta los 80, porque es la época en que DC. Está despertando un poquito, ¿no? Está. Bueno, Marvel lo está arrasando ya con los cómics, haciendo cómics totalmente diferentes, y DC está despertando un poquito, ¿no? Como un monstruo dormido, ¿no? Y de vez en cuando va sacando coletazos de cosas curiosas, ¿no? Y entre rarezas y rarezas va sacando historias bastante, bastante interesantes.、Eh, es aquí en esta colección, algo e esta colección, donde por primera vez aparece, por ejemplo,、eh, o sea, Batman es dibujado por primera vez por David Machuccelli, por ejemplo, que luego haría año uno. También Neil Adams lo dibujó aquí por primera vez. O sea, era una esa colección donde se probaban cosas, donde se dejaba entrar a los guionistas menos conocidos, a los dibujantes que estaban empezando. Y luego voy a e n a las colecciones serias, las colecciones grandes. n O O sea, en World Finest nunca pasaba algo verdaderamente relevante, pero siempre tenía ese interés de que vías e a Superman y Batman juntos. n o Como digo, te digo, yo me quedaría con los números de, de mitad de los 70 en adelante. Hacia el 214 empieza el rollo de los superhijos, que es una bizarrada de mucho cuidado. que Son los hijos de Superman y Batman、eh, rebelándose contra sus padres en plan adolescente cabreado y protagonizan la serie durante una temporada. Y quitando ese tipo de cosas, este último tramo, ya te digo, yo. Porque además creo que la DC de los 70 tiene muchas cositas para, para rescatar y alguna historia en esa época sí que podríamos haber hombre, rescatado. Yo, hombre,、eh, si quieres podemos seguir en plan cronológico, pero bueno, ya que estábamos con esta colección, no sé si a lo mejor. Lo, lo que tú prefieras, ¿no? A lo mejor a mí me gustaría más c e n t a r n o s en esta colección e ir hablando de las grandes historias que nos ha dado World's f i n h t e s con estos dos personajes juntos. Porque、mm. en este sentido sí que hubo un arco argumental de tres números. En el 90, ¿no? con David Gibbons. n o y... Pero cuidado, eso es otra historia. Esto、mm. no es World Finest. O sea, es World Finest, pero se llama. Es un homenaje. ¿De acuerdo? Quiero decir,、eh, no tiene nada que ver con la serie clásica. La serie clásica se corta en el 86 y en teoría no vuelve.、Eh, digo en teoría porque a efectos prácticos siguió habiendo equipos de Superman y Batman. Pero en, en esta era moderna de, de los cómics hay un. Corte brutal en las relaciones de los dos personajes. Y eso ocurre en el mano festil de John Beer, en el número 3, cuando aparece.、Eh, bueno, de hecho, en esa miniserie se establece cómo iba a ser Superman en, el, en este universo de C post-crisis. n o Y Beer se preocupa en el número 3 de establecer la relación con Batman. Entonces, en ese número、eh, se establece una relación entre los dos totalmente diferente. No tiene nada que ver con lo que veíamos hasta en la etapa clásica. ¿Por qué totalmente diferente? Pues un poco por lo que tú comentabas antes. Superman y Batman son como el agua y el aceite. ¿Cómo es que funcionan juntos? ¿O cómo puedes contar una historia de ellos dos juntos? Pues básicamente porque precisamente ahí está la gracia, porque son muy diferentes y ese contraste es lo que puede hacer rica una, una historia. Y en definitiva,、eh, en esa historia, donde aparece como villano La Urraca, que es un villano que prácticamente solo aparece esa vez y muy poquito más, es un villano muy lamentable, pero una historia muy potente por otra parte,、eh, se establece cuál es su nueva relación. Y es una relación de una especie de tensión entre los dos, porque ven el mundo de formas totalmente diferentes, pero en el fondo también una especie de respeto mutuo. Un respeto que tiene que ser ganado, que en principio no, no es porque sí. La relación en la etapa clásica. Es de dos amigos que se llevan súper bien. De hecho,、eh, incluso al final de la etapa clásica está la historia aquella de Alan Moore, de para el hombre que lo tenía todo, que no es una historia de Superman y Batman propiamente dicha, sí que aparece Batman. Pero ¿qué vemos allí? Pues un Batman y Robin que se van a la Fortaleza de la Soledad a llevarle un regalo de cumpleaños a Superman. O sea, esa es la relación en la etapa clásica, en toda la etapa clásica prácticamente. Amigos del alma. Pero en la etapa moderna, lo que vamos a encontrar son dos personajes muy diferentes que ven el mundo de forma muy diferente y que, en cierto modo, deberían estar siempre enfrentados. Solamente el respeto mutuo que se tienen y la admiración normalmente no reconocida entre el uno y el otro es lo que verdaderamente hace que, que, vamos, que, que los dos acaben llevándose bien y forzándose a colaborar. Entonces, después de, esta, de establecer eso con esta historia de John Byrne, La primera vez que realmente encontramos un cómic de calidad y potente que refleje este nuevo status quo es precisamente el que tú mencionabas, el cómic de Steve Root, que se llamó World's Finest, evidentemente en homenaje a, a, la serie, a la serie antigua. De hecho, casi siempre que aparecen juntos aparece lo de World's Finest. Y, y realmente esa miniserie es una pequeña delicia, porque primero, porque el dibujo de este hombre es maravilloso, y luego porque perfectamente se define cómo es Superman, cómo es Batman, y el contraste entre los dos. Y es una de las historias juntos que yo creo que mejor funciona y que con más gusto se, se, vamos, se, se puede leer hoy en día. Pero claro,、eh, aunque la colección ya no existiera, pero ha seguido habiendo w a l s Flanes、claro. puntualmente, ¿no? Porque en 94 Walter Simonson y Dan Barenton también hicieron o t r o Claro,、y、a más, ver, y más Superman más, y Batman、también. siempre、hmm. tendrán un, una excusa para colaborar juntos. Y de hecho, aunque hoy en día ya ni siquiera se llaman World's Finest, sigue habiendo una colección de, que se llama Superman Batman, que es lo mismo, o sea, es la misma idea. Lo que pasa es que、eh, World's Finest es una colección entera que es pre-crisis, que tenía un estilo de relacionar a los personajes determinado, un estilo de contar historias que era básicamente、pues、un poco ese, ese contenedor que te decía al principio, porque. Aunque luego trabajaran juntos Superman y Batman, World's Finest siempre fue una colección donde se probaban cosas desde modelos editoriales nuevos, le cambiaban el número de páginas, hacían un montón de cosas en ese, en ese sentido, metían personajes menores, había historias de complemento con Metamorfo, con、el、Canario Negro, con Green Arrow, o sea que acompañaban a los dos principales. Era un poco un festival de, de, de DC Comics,、eh, mayor o menor medida dependiendo de las épocas, pero era un festival de, de DC Comics. En la etapa moderna, cuando hablamos de World's Finest, Ya no hablamos de esto, sino que hablamos de Superman y Batman, con su relación unívoca, sus historias hablando el uno del otro, etcétera, etcétera, con mayor o menor acierto. Porque, por ejemplo, como te digo, la historia de Steve r u o t esta es una pequeña maravilla. La de d a n b e r e t o n que tú mencionas, que es una especie de secuela espiritual de la primera, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, el enemigo en este caso es sobrenatural y es una historia、mm. un poco raruna. Pero magníficamente bien dibujada por este hombre, por Verenton, que tiene un estilo pictórico muy, pero que muy impresionante. Bueno, pues a partir de este punto, donde tú te quieras meter, porque. Aquí llevas. Sí, sobre... la... Ah, bueno, o p a c Paco. Sí, sobre esta historia, la verdad es que la leía hace tiempo y hoy la estaba releyendo. Y me parece muy curioso el hecho de que en todo momento、eh, intenta darle un número equitativo de. De páginas a ambos personajes e intenta hacer un paralelismo. Que eso、eh, siempre en, todo, en los cómics、eh, relacionados con b a t m a n y Superman lo han intentado hacer de cierta manera, pero no siempre funciona. En cambio, en este Wolfine del 90, creo que se hace muy bien. Además, es,、eh, prácticamente podrías contar las páginas y las viñetas que tienen cada uno y、eh, está hecho milimétricamente. Y, y no se nota impostado, se nota que, que lo hizo.、Eh, Eh, con un poco de sentido.、Eh, yo creo que la clave de, de lo que tú has dicho antes,、eh, Runa, de, de que、oh, eh, sería difícil hacer una colección sobre Batman y Superman y las diferencias que tiene, es sobre todo por, por cómo estableció esa relación. Va、eh, en y de, después de, de las crisis, pero realmente en, en la etapa clásica,、eh, Batman y Superman. Superman se parecían mucho, eran tan camp y tan pulp que, que realmente tenían historias muy parecidas. Hoy en día, ya, viendo, ya teniendo personajes mucho más definidos, sí que es verdad que, que funcionan, funcionan raro. De hecho, creo que cuando mejor f u n c i o n a son en pequeñas historias y no en colecciones、eh, largas, por, precisamente por lo que tú decías, Runa. Claro, también、eh, Paco tiene toda la razón del mundo. Las, cole、eh, las colecciones largas con los dos personajes suele pasarles que, como tienen tantas series individuales, los guionistas de las colecciones donde están juntos Superman y Batman no tienen margen para trabajar. O sea, nunca va a ocurrir algo realmente importante en la, en la serie de Superman y Batman, porque si hay algo realmente importante que contar, pues se contará en Batman, se contará en Action Comics, se contará en Detective Comics, pero no se contará en Superman Batman. Eso hace. Que normalmente las miniseries, las historias cortas con estos personajes juntos, suelen ser mucho más interesantes que las etapas largas. Porque las etapas largas、eh, s u e l e ocurrir que enseguida pierden interés por lo que acabo de comentar. Y Paco también tiene toda la razón del mundo con el tema de la, de la miniserie de, de Dave Gibbons y de Steve Root, porque está perfectamente planificada. Para que quede claro el contraste entre los dos. Recuerdo unas páginas fantásticas donde tú veías、eh, la ciudad de Gotham y prácticamente el mismo plano lo veías de Metrópolis, prácticamente la misma, el mismo plano de una ciudad y de otra. Y veías perfectamente las diferencias entre la una y la otra, que a su vez eran las diferencias entre sus héroes. La una era, todo, era siempre de día, el sol que brillaba sobre los edificios, todo un, un escenario rutilante de luz, de luminosidad, y Gotham era de noche, era oscura, todo estaba un poco más oxidado, era. Puntito aterrador, que era algo muy ominoso, muy peligroso, y eso el, el, el dibujo te lo mostraba estupendamente. n o Es una gran, una gran aportación la de, de Gibbon, s a m e Root. Bueno, vamos a seguir por este recorrido. ¿Dónde nos vamos ahora? A ver, yo destacaría también otro cruce. Hubo alguno más en la serie moderna antes de llegar a este. Ahí está el del, del Anual 1, que es una cosa bastante curiosa.、Es、también de la etapa de Byrne. q u Es e una historia en la que Superman y Batman se enfrentan a, a los vampiros.、Ah, es una historia, pues,、eh, en fin, tampoco excesivamente trascendente. Tiene la particularidad de, de que la dibujaba Arthur Adams. Y eso, pues, siempre son palabras mayores. Y es lo mejor del número. Pero bueno, no es demasiado reseñable. ¿eh? Eh, sí que me parece más destacable. ¿Arthur、saga. Adams o、oh, Nihadam? Adams. ¿Perdón? ¿Arthur Adams?、Vale. No sé si he dicho Neil, pero era Arthur. Vale, vale. vale. vale es, Arthur, es Arthur Adams. Sí, sí.、Eh, bueno, pues como decía, otra que me parece más destacable por, el,、uh, por, por, en fin, por la, la presión que hizo sobre los personajes y lo que influyó un poco. Eh, es una historia que ocurre dentro de las series de Superman. De hecho, es un cruce entre las diferentes series de, de Superman de la época. Estamos hablando de 1990, más o menos. Es la época en que en la serie Superman pues, está gente como Dan Jargens, es la época de Mike Carlin como, como editor. Más o menos la gente que en, en un par de años mataría a Superman y la, la liaría parda. ¿no? Es un, el mismo tipo de equipos creativos todavía. Bueno, esta gente lo que hacen es、eh, contar una historia donde、eh, bueno, Batman venía a Metrópolis. a Investigar lo que había sido un misterioso asesinato y tal. Lo interesante de esta historia es que se metería en. a través de esta trama, acabaría estableciéndose que Batman tiene un anillo de k r i p t o n i t a con el cual podría derrotar a Superman. Y lo tiene exactamente porque Superman se lo da. Es decir, es un anillo de k r i p t o n i t a que había aparecido. Bastante tiempo antes, en las colecciones de Superman, lo había creado Lex Luthor, lo, lo llevaba él mientras lo pudo llevar, por una serie de circunstancias y historias que no v i e n e n al caso, lo pierde. Y en esta trama, precisamente,、pues、Batman ayudará a descubrir qué pasa con,、eh, bueno, con un asesinato que tiene que ver con este anillo, etcétera, etcétera. Y al final de esta historia,、eh, Caballero Oscuro sobre Metrópolis,、eh, Superman le entrega el anillo de Kryptonita a Batman y le dice muy claro que si alguna vez pierde el control, él tendrá que detenerle. Y le da el anillo porque sabe que él probablemente sea la única persona que tenga posibilidades de detenerle si eso pasara. Si él se saliera de madre, el único que realmente podría detenerle sería Batman. Aquí todavía no hemos llegado a los extremos que llegaríamos más adelante con las historias de Mark w a i d por ejemplo, en la Liga de la Justicia. Eh, o ya más adelante, todavía en el New 52, copiando el esquema de, de Wade, donde Batman ya desarrolla una paranoia completa y él mismo, sin que nadie se lo pida, desarrolla protocolos para vencer a toda la Liga de la Justicia si hiciera falta. En este caso, estamos todavía un pasito más atrás y es Superman, el propio Superman, quien le dice: Mira, yo sé que mi poder es tremendo, yo sé que si me si me descontrolo por lo que sea, puede ser muy muy chungo. Así que aquí tienes el anillo y ya sabes lo que tienes que hacer si todo va peor. Me parece una buena historia. ¿La sí, la historia está, está muy bien. Además, vemos todavía la coherencia que, que mantenía Byron de, de que todavía no son amigos. Esto se irá alcanzando a lo largo de toda la etapa de post-crisis. Y aquí todavía vemos que, que están recelosos, que ninguno confía en el otro, pero que cada vez empiezan a tener un respeto. Y creo que eso es lo interesante: que, que hemos podido ver una evolución bastante palpable a lo largo de, de, de la vida de estos dos personajes en, en la etapa post-crisis. De hecho,、eh, seguramente el, el siguiente cómic que mencionaremos, que es, es otra vez World Finest, que es una colección del de, a del 99, eh, eh, ahonda en esa evolución y creo que es muy interesante. Ahora, ahora comentaremos. Sí, efectivamente. O sea, la colección de la, la serie, que también es una miniserie en definitiva del 99, a mí me encanta. Quizá no tenga la, la calidad y la redondez ¿no? que tenía la de Steve Root, la, de, la del 90. Que es una historia más corta, más、eh, que va a lo que va, h a y más ligeras y、si、me apuras, pero es lo que Paco acaba de comentar: la solidez que tenía DC desde el final de las crisis, toda la etapa post-crisis, hasta los años, bien entrados los años 2000, ¿no? que es cuando empiezan a liarla con el tema de la continuidad. Esa solidez, esa continuidad, esas relaciones crecientes entre los personajes se reflejan muy bien entre estos dos. Y fue una gran idea en esta miniserie del 99. Eh, ir contando, esto eran 10 episodios y cada episodio te contaba un año, un encuentro anual de Superman y Batman. Te contaban que había, hay b í una tradición entre ellos, establecida por una serie de cosas que pasan en el cómic, etcétera, en que ellos cada año sí o sí se encuentran en un momento determinado, en un día determinado. Y claro,、eh, vas viendo lo que ha ocurrido en el universo DC. La serie es del 99, pues bueno, lo que ha ocurrido un poco desde el 86, que empezó la post-crisis, hasta、eh, más o menos p、pues、u el s e 99, ¿no? Entendiendo, entendiendo siempre que el, el tiempo de los cómics es un poquito de aquella manera. Pero en cualquier caso, pues,、eh, pues por ejemplo, la época en que Superman murió, pues Batman,、eh, que evidentemente no puede encontrarse con, con Superman, luego ocurre lo contrario:、eh, Superman va a Gotham o va a encontrar a Batman, pero es el Batman con armadura, que sería Jean-Paul Valé, Azrael. Eh, hay otro número donde aparece, se mete por medio Batgirl, por ejemplo, y el encuentro es entre las chicas, Supergirl y Batgirl, etc. Y en definitiva se va reflejando cómo ha sido esa evolución y esa amistad entre los dos. Porque, ya digo, lo que establece Byrne va a misa y se lleva durante muchísimo tiempo. Y es más, mientras eso se va estableciendo y se va manteniendo. Yo creo que los cómics mantienen una calidad muy, pero que muy interesante, y la relación entre los dos es muy interesante. Es una relación que no es de amistad propiamente, sino más bien de, de, de colaboración, pero fundada en lo que en definitiva es un gran respeto y una gran admiración mutua. Y eso se ve muy bien en esta serie. Hay un número en concreto que, que me gusta mucho, que es. Tras la muerte de, de Jason Todd, el, el segundo Robin,、uh -huh. eh, durante esa época、eh, Batman estuvo muy tentado de, de realmente matar a, a, a, al Joker. Y entonces Superman le confiesa que él tuvo que hacer eso: ¿no? tuvo que matar a una serie de personajes、eh, por algo que ahora、claro, mismo no viene al, ca al caso. Pero, pero es un número que es totalmente introspectivo. Son ellos dos hablando y me parece que, que es. Espectacular, solo por ese、uh -huh. número, esta, esta miniserie merece la pena. Luego hay otros que son más flojitos. Pero estamos, a mí, ejemplo, estamos, esta es la miniserie todavía de, del World Finals del 99, todavía s e g u i m o s ahí, ¿no? Sí, sí, s o n 10 episodios y d a p a n mucho. Vale, o sea,、uh -huh. con Carl Kessel y Dave Tyler. Vale, vale.、Uh -huh. Sí, luego, por ejemplo, hay otro número que aparece en el Badmito y, y el Mr. Mix Pitelik, que es más, más flojo. A mí me gusta. Menos porque ya es un poco más loco y tal, pero hay algunos que son muy rescatables y, y, y que los recomiendo, vamos, al 100% y que creo que incluso en la próxima película, que por, por eso estamos aquí, se podrían sacar muchas ideas muy interesantes. Sí, sí, a mí me parece también tremendamente recomendable. Sí, que es verdad que ya digo que no es tan redonda ni tan vendible, ¿no? Por los grandes nombres que la tiene de los años 90. Pero, como dice Paco, pues hay momentazos. Además, cada episodio es、eh, totalmente diferente a, a los anteriores,、eh, porque va marcando una época diferente y un momento de la relación de los personajes diferente. Y también refleja. El estilo de cómics de cada año, digamos, o de cada periodo. Entonces, pues los, la época en que, pues bueno, pues,、eh, por ejemplo, pues,、eh, Batman llevaba el cinturón amarillo y el logo amarillo, pues aparece. En los momentos en que llevaba la armadura o ni siquiera Bruce Wayne era Batman, también aparece. y Se va reflejando eso.、Eh, ya digo, aquí en España tardó mucho en publicarse y es verdad que, por ejemplo, p、pues、u el s e dibujo no está a la altura de la serie anterior ni otros encuentros que han tenido los personajes. Pero el guión a mí me parece absolutamente. Soberbio, y sí que es una de las, de las veces que creo que ha funcionado mejor el equipo entre, entre estos dos. Bueno, pues de este salto que vamos a meter ahora, nos dirigimos directamente a. ¿eh? Pues podríamos comentar, por ejemplo,、eh, bueno, no sé si comentar ahora o dejarlo para un bloque aparte, el tema de los otros mundos,、eh, o meternos cronológicamente con lo que son las series regulares, y luego voy a tocar así en general lo. Las series alternativas, no sé, igual sería mejor seguir cronológicamente. Venga, vamos a、y、seguir、sí. cronológicamente por lo menos、mm. ya tenemos bueno, pues, esa especie de, de camino a seguir. Bueno, pues cronológicamente, lo siguiente a tocar sería la, la serie que se llamó Superman Batman,、eh, serie regular esta vez y que arrancaría en el 2003 bajo la tutela de, de Jeb Loeb,、eh, escribiendo. Y dibujando, pues bueno, el, el dibujante iba cambiando cada, cada bloque, porque aunque era una serie regular, en realidad se trataba de arcos argumentales que se iban cerrando al principio de 5 en 5. Entonces, el primer dibujante me parece que es、eh, Joe Kelly, puede ser el primero, no recuerdo mal. El, el, en el segundo era、eh, Michael Turner y en el tercero era Carlos Pacheco, por ejemplo. O sea, dibujantes de primerísima línea para, para la época. Aquí hay un ligero cambio de tono. Y hay un ligero cambio de continuidad. Si antes estábamos hablando que la serie del 99, el World Finest del 99,、eh, se basaba total y absolutamente en la continuidad, incluso bebía de ello para hacerse más fuerte, para contar esas diferencias, esos detallitos del universo DC de la época, porque era una continuidad sólida y fuerte la que había hasta ese 99. Aquí solo estamos tres años más tarde, en 2003, pero todo se ha ido un poquito al carajo. Es la época en que han entrado en DC gente como j e v l o e b por ejemplo, como Dandidio, por ejemplo. Y esta gente dice: n Bueno, es que a nosotros lo que se hizo después de la crisis tampoco nos gusta tanto. Como que echamos un poquito de menos lo que había antes de la crisis. p o d í a m o s empezar un poco a mezclarlo todo, a dejar un poquito que entre ese universo pre-crisis que tanto molaba o que podían cogerse conceptos de él y tal y cual. Y entonces, por ejemplo, en esta, miniserie de, en esta serie perdón, de Superman y Batman, como digo, vamos a ver un cambio de tono. Sigue siendo y sigue estando ambientada en la continuidad oficial del, del universo DC de la época, pero ya aparecen ciertos matices. Por ejemplo, hay un problema con el asesino de los padres de Batman, por ejemplo, que aquí、eh, en esta miniserie、eh, digamos que contradice un poquito lo que se había、eh, planteado hasta entonces en ese momento en las series de Batman. La relación entre los dos vuelve a ser de un colegueo casi absoluto. Ojo. Con grandes diferencias de personalidad, porque Loeb escribe muy bien el monólogo interior y la serie dividía perfectamente, sobre todo en los primeros arcos, el monólogo interior de Superman, el de Batman, el contraste entre los dos, y eso la s a l v a b a un poco. ¿no? También, claro, llevamos ya muchos años de esta continuidad con la relación entre los dos, etcétera, y que estos dos fueran tan amigos, que ya hubiera un pozo en esta relación, no chirriaba. ¿no? Así que en ese sentido, aunque fuera en realidad un, un regreso a la pre-crisis, al Walls f i n e s t a que el de antes de. De crisis.、Eh, aquí realmente、eh, la cosa funcionaba bien porque Loeb escribía muy bien y esa química entre los personajes estaba justificada. Eran aventuras,、eh, pues quizá, sobre todo el primer arco, como muy muy ligero. De hecho, era una especie de modernización de, de la DC pre-crisis, en definitiva. Entonces, los villanos eran c o muy o m exagerados, las soluciones también eran muy exageradas. Pero, como digo, la química de los personajes es tan buena, sobre todo en este primer, en este primer arco. Luego, en el segundo arco, que es el que se, el que se reintroduce a, a la Supergirl, digamos, clásica en la continuidad moderna, también aparece por ahí, por en medio Wonder Woman. También es una maravilla de, de cómic este, este segundo arco. Y luego, el tercero, lo que es una maravilla, es el dibujo de Carlos Pacheco, que este hombre dibuja como Dios. A mí el guión en este caso no me gustó tanto de este tercer arco, era una cosa así de realidades alternativas, donde alteraciones en el tiempo habían hecho que Superman y Batman、pues, fueran una especie de regentes mundiales, una cosa un tanto、eh, más difícil digamos, de i g a m o s d entender, así como así. ¿no? Y después de estos tres primeros arcos, yo creo que la serie ya fue digamos, decayendo, fue perdiendo fuerza. De hecho, estos arcos argumentales, de los dos primeros incluso, se llega a hacer adaptación animada. Se llega a hacer película, que yo creo que con, con bastante buena calidad. Son películas, creo que de bastante, de bastante calidad para lo que es la animación de DC. Y、mm. luego, como digo, va perdiendo fuelle esta colección, que sin embargo seguiría hasta el 2011. Pero ya con historias mucho más de estar por casa, que quizá no dejan de ser entretenidas, pero ya volvemos otra vez a esa dinámica de la intrascendencia, donde no ocurre nada. ¿no? En el primer arco de esta colección, Luthor pasaba a ser, Lex Luthor pasaba a ser de presidente a ser otra vez el villano. De, la, de las historias. De hecho, volvíamos otra vez a un Luthor también muy precrisis. Como digo, aquí es que se estamos, están que e s deshaciendo lo que habían hecho en la continuidad. Y una de las cosas que afectaban era n precisamente a Luthor. Y eso ocurre aquí, ocurre en esta, en esta serie. En el segundo se reintroduce a Supergirl, también la Supergirl precrisis. Pero son cosas muy importantes que afectarán a la d c de la época.、Eh, luego, con el tiempo, pues eso, volvemos a la t r a s c e n d e n c i a historias que, no, que estuvieran mal, porque no lo estaban. Al menos se dejaban leer eran entretenidas, e n pero pues eso, ya eran las puedes leer o no, que no va a pasar nada si te las pierdes. Esa es un poquito la, la diferencia. Sí, después del, del segundo arco, el, que, el de Poder Absoluto, el tercero, el que está dibujado con, por Carlos Pacheco, digamos que sería un poco、mmm, la idea de Injustice, pero llevada al extremo y,、uh -huh. y también con eso, con realidades alternativas. Pero es que a partir de, de, de ese arco, las realidades de NDC,、eh, en, en esta serie en concreto, se vuelven muy, muy complejas. O sea, empiezas a ver gente que、eh, viene de otras líneas temporales,、eh, ya metemos mundos diferentes con el mundo bizarro. Y realmente fue una de las primeras series que empecé a seguir y se me hizo muy complicado de, de, de seguir precisamente por eso, porque era muy, muy confusa. Luego ya perdí. La pista, y, y supongo que se volvería un, algo más, más sencilla, pero recuerdo que los arcos posteriores, con, lo, con los entretenidos que eran los dos primeros,、eh, no se los recomiendo a nadie porque ya alguien que está aversado en DC se puede liar.、Eh, alguien m á s g e no es, es casi misión imposible. Los encuentro, los he intentado volver a releer y me resulta muy complicado. Es,、eh, culpa de, de, de la DC. De esa época. Y como decíamos antes,、eh, seguir una historia、mmm, durante X años es muy complicado con estos personajes y más cuando o, las otras dos series, la de Superman y la de Batman, de hecho estaban viviendo una, una etapa bastante buena. Y claro, si no podías influir, es muy complicado que puedas、eh, hacer algo que funcione o que tenga un mínimo de interés. Sí, es, esa es la clave en definitiva de, del problema que tiene, tiene ese tipo de series y lo tiene también la, la Liga de la Justicia en muchas de las encarnaciones, ¿no? que no puedes contar nada relevante. Los primeros arcos que estamos hablando todo el rato de esta colección、eh, tenían carta blanca, porque Jeb Loeb en aquel momento tenía mucho peso dentro de DC, era un autor que vendía bien y si le pones al lado dibujantes potentes, antes he dicho que el primer arco era Joe Kelly, es Ed McGuinness,、eh, creo que me he equivocado, pero bueno, en cualquier caso.、Eh, Son dibujantes、eh, pues、eso, muy potentes, eran cómics que pretendían arrasar, de hecho, volver a establecer esa idea de una colección entre los dos. Pero en cuanto se va Jeb Loeb de la serie,、eh, realmente、mmm, ya le queda una papeleta muy difícil al, al, al guionista de turno. De hecho, hay una etapa de esta serie que yo creo que no es,、eh, que no creo, no creo que sea nada desdeñable, que es la etapa de, de Mark Verheyden, que tiene. Eh, bueno, que tiene historias, yo creo que son bastante s a l u a b l e s Además, suele tener dibujantes que, que, ha, que son bastante buenos. Por ejemplo, hay un, una historia dibujada por Ethan Van Steiber que, que a mí me parece muy bueno,、pues、estupendamente dibujada, porque Van Steiber creo que es un grandísimo dibujante. Pero son historias que, si las lees bien y si no, pues también. O sea, no van a significar absolutamente nada. En la, en la historia de los personajes. Y claro, eso le va a quitar mucha, pero que mucha fuerza a cualquier cosa que ocurra aquí, porque si al fin y al cabo, en realidad, no, está, no va a tener ninguna importancia para, la, para los personajes, muy, pero que muy buena tiene que ser esa historia para que te enganche. Son Superman y Batman, siempre tendrán tirón, siempre, si te gusta este negocio, probablemente siempre tendrás la tentación de coger ese cómic y, y echarle un vistazo como mínimo, ¿no? pero esa intrascendencia creo que es un poco la gran lacra de todas estas series. Yo he dejado de ser conductor de esto, soy un simple oyente del programa, me tenéis absorto. Bueno, yo creo que si seguimos un orden cronológico, quedan algunas cositas así pequeñitas de colaboraciones entre los dos.、Eh, hay una, un episodio de la saga Grounded, que, el Superman 710, donde hay una, bueno, una pequeña aventurilla de cuando los dos personajes eran jóvenes, que no está nada mal. También es una cosa metida así con calzador en la continuidad, pero tampoco no、bueno, tiene mayor trascendencia. Batman también aparece en los cómics de la serie t e l e v i s i ó n de Smallville cuando estos se independizaron o prolongaron, mejor dicho, la, la serie de televisión. Es decir, Smallville acabó y se hizo, como ocurrió con Buffy Cazavampiros, una, algunas temporadas más en cómic, ¿no? con resultados p un e e s b u o un poquito para todos los gustos. n o Aquí, como ya no había limitaciones de, de copyright como en la serie,、eh, sí que aparecía Batman y uno de los arcos pues, veíamos al Superman de Smallville con, con el Batman, entre comillas, de Smallville, ¿no? aunque ya no es televisión y la cosa pues, tenía, perdía u s tenía e p un poco de fuelle. Pero bueno, yo creo que quitando minucias de estas, lo siguiente interesante a comentar ya sería la serie moderna, la serie regular, que es la que está actualmente en, en curso y que ya está dentro del New 52. O sea, en 2011 se produce el hachazo ese que es、eh, en DC Comics la, la aparición de, del New 52. Y, y bueno, y a partir de ahí empieza una nueva continuidad, una nueva forma de funcionar los personajes, una nueva forma de relacionarse. Como casi todo en el New 52, la relación de Superman y Batman pues es un poco. cójala usted por donde quiera. Porque tampoco es que esté especialmente definida, a veces extensa. A veces es de amistad extrema, a veces una mezcla entre los dos, depende un poquito de dónde lo, lo pilles. ¿no? La colección moderna、eh, arrancaba un poquito、eh, con la vocación, yo creo, hasta cierto punto, de, de empezar al menos imitar,、uh, imitando la del 2003 o al menos el eco que había tenido en, en la, la serie del 2003. Pero esta sí que desde muy, muy pronto、eh, empezó a caer lo que p o d í a m o s llamar pues esa intrascendencia otra vez. Sí que es verdad. Que a lo mejor los primeros,、eh, los primeros números vuelven a ser otra vez los más destacables,、eh, aunque a mí no me parecen tampoco historias especialmente relevantes, pero bueno,、eh, ahí están. ¿no? O sea, realmente los primeros arcos son los más interesantes. El que va a escribir esta serie es el mismo guionista que en ese momento estaba y sigue estando, por cierto, en Action Comics, que es Greg p a k Este hombre venía de hacer grandes cosas en Marvel, es el guionista de Planeta Hulk. Y entra en Action Comics con ganas de comerse al mundo, y igual el mundo se lo ha comido a él. Porque bueno, escribir Action Comics hoy en día es complicadillo, como mínimo, porque una cosa es lo que quieres hacer y otra lo que te dejan hacer. ¿no? Y aquí ocurría un poquito lo, lo mismo. ¿no? O sea, eh, si ya es difícil encontrar libertad para escribir a Superman o Batman hoy en día, esta serie estaba supeditada a no molestar. A las otras series、eh, en curso. ¿no? Entonces, pues bueno Greg p a k hace buenamente lo que puede. Es otro autor que también funciona muy bien el, el tema del monólogo interior y el monólogo de los personajes. Eso se refleja muy bien en estas, en estas historias.、Eh, se ve muy bien el contraste entre la personalidad de uno y la personalidad del otro. Esta primera historia que se nos cuenta aquí tiene los dibujos de Jae Lee, que es un, es un dibujante que, de esos que o amas u odias. De dibujo tirando a r a r uno, pero muy expresivo. Y bueno, pues,、eh, pues como digo, p u es、eh, es un poco para gustos colores. ¿no? o sea, Sinceramente, e a s a mí no me parece lo más reseñable. Y aunque es muy p r e t e n c i o s o en algunos casos, y, y bueno, parece que quiere hacer algo muy trascendente y darle una complejidad a los personajes que no tenían, ni muchísimo menos en ese momento,、eh, realmente yo creo que se queda un poquito en, en agua de borrajas. No sé si, Paco, lo, tú lo has leído este arco. Sí, sí, sí. Estoy bastante de acuerdo, pero la cosa es que este primer número,、eh, tiene, o sea, este primer arco, por ejemplo, tiene ideas muy bu buenas, porque、eh, vemos por qué el Superman de, de, de la continuidad actual es diferente al de la, al de las, de la continuidad pasada, al de, la, al de antes del nuevo 52, porque menciona que ha tenido menos a sus padres, que. que De la continuidad anterior. Y creo que, mientras que precisamente dicen que el Batman es parecido porque las condiciones son similares o, por no decir las mismas, la cosa es que este, esta colección ya empieza con mal pie por el hecho de que no es un, un comienzo de cero, sino que tienes que saber algo de una colección muy secundaria como puede ser la de Tierra 2, que es verdad que. Que funcionó mucho, pero、eh, si te gusta Batman y Superman, no tienes por qué haberla leído. Y claro, ya te meten con, en el primer número con viajes entre realidades y tal, y puede parecer bastante, bastante dura. Y luego, además, ha tenido el gran problema de, de muchas de las colecciones de, de estos Nuevo 52 y es meterlos en, en c r o n o l o g Crossovers interminables que, que además muchas veces cortaban la historia que quería contar el propio, el propio autor. Curiosamente,、eh, siempre relacionadas con Superman, nunca hemos visto cruzándolas con, con las de Batman, porque a Batman se le dejan hacer como vende por sí solo. En cambio, con esta colección、eh, hemos tenido una serie de crossovers que, que hacían prácticamente imposible seguir. Sí, esa es una lacra que han tenido, como decía Paco, todas las series de Superman, especialmente,、eh, porque lo mismo que le ha pasado a Greg Pack aquí le ha pasado también en Action Comics, donde él planteaba unas historias y demás que, cuando te das cuenta, pues、eh, tenía que dejarlas de lado porque era el momento de meterse en el crossover de turno, que además pues, era normalmente bastante lamentable. ¿no? Aquí, pues、eh, sí que tuvo, yo creo. Por un lado, un poquito más ese, ese margen de hacer un poco más lo que quería, pero también no dejaba de estar limitado, en definitiva, pues, por, eso, por, por las otras colecciones, además de las limitaciones normales que ponía, que ponía DC. De este primer arco, como decía Paco, sí que el contraste entre el Superman de Tierra 2 y el Superman del, del New 52、eh, eran, era quizá lo más interesante. A veces se hace el juego como si el Superman de Tierra 2, la Tierra 2 del New 52,、eh, fuera. Eh, un poco el Superman de la vieja continuidad o un Superman, digamos, más clásico, ¿no? pero realmente no lo es. De hecho, la elección y la manía que ha tenido Greg p a k a lo largo de esta serie con Tierra 2 es un tanto injustificable porque、eh, el Superman y Batman de, y Wonder Woman de Tierra 2 murieron en el primer episodio de la, de, de su, de la colección Tierra 2. O sea, esto a e no es un spoiler, es que lo primero que ocurre en, en ese mundo es que desaparecen estos tres. Con lo cual,、mmm, bueno, por una parte, pues sí, tenía que carta Blanca para para hacer lo que quisiera con ese Superman porque ya no funcionaba en la continuidad habitual, pero por otro lado, pues era meterse en un jardín, pues eso de, de realidades alternativas, etcétera. Que encima le pones un dibujo, pues eso poco claro, como el de Jaelí, que puede ser sugerente, puede ser muchas cosas, pero claro, claro, no. Entonces, pues la cosa puede ser un complicadilla. Otro defecto que ha tenido esta colección, desde mi punto de vista, ha sido también un poco el baile de dibujantes, porque el estilo de Yaelis, muy característico, muy particular, era un poco el sello de esta colección. Pero luego enseguida nos metemos en un arco argumental, también porque Jaeli es lento con el tema de las entregas y tal, donde dibuja uno de los mercenarios de la casa, que es Brett Booth. O sea, Brett Booth es un dibujante que igual te hace un Flash, que te hace un Titanes, que te hace un Superman y Batman. Es un remedo de entre Jim Lee y Rob Liefeld, así un poquito de aquella manera. A mí personalmente no me gusta nada, pero bueno, para gustos colores. Y este hombre va rellenando historias ahí de vez en, de vez en cuando. Hay una trama con m o n g u l en este arco, a mí me parece totalmente absurda, pero sí que es verdad que se, que se, se soluciona bastante bien. d i g a m o Según s va avanzando la trama más que al principio, y de hecho, el, el anual 1 de esta colección a mí me parece de los más salvables. Otra vez con Jaelí por ahí de, de por medio, y donde las familias de Superman y las familias de Batman pues tienen que enfrentarse en una especie de, de torneo. bueno、eh, digo, Me parece una historia p u e superficial, eso, s pero bueno muy entretenida y bastante, bastante salvable. n o Y bueno, y luego lo que ha sido la serie, como digo, sigue hasta hoy en día, pues la verdad es que así hablando pronto y mal, yo creo que ha ido cuesta abajo y sin frenos, porque los últimos números actuales, los que están, digamos, en, en curso hoy en día con las sagas, digamos, del que se ha venido a llamar el DCU, etc., no es que hayan sido malos, es que han sido totalmente deleznables, o sea, ha sido una cosa terrible, ¿no? Eh, sí, que es verdad que ha habido c o momentos o m de, de, de brillantez, porque hay una saga que sí que es bastante interesante, que dibuja Ardian Siaf, antes de meternos con el tema del DCU, que estaba muy muy bien. Se, se planteaba、eh, qué pasaría si Superman tuviera un villano del estilo del Joker. De hecho, la trama arranca precisamente cuando aparece un villano que es totalmente imparable, totalmente impredecible. Y no sabemos nada de él quién es. Es decir, como si fuera el Joker, pero aplicado a Superman. Y el planteamiento es aterrador, porque según vamos viendo en los diferentes números, no saben por dónde empezar ni por dónde cogerlo. Es una historia tremendamente bien planteada, con Ardian Siaf dibujando, que es un hombre que es absolutamente magistral, que debería hacer mucho más de lo que hace. Y sí que la resolución se queda un poquito coja, desde mi punto de vista, y es una pena, pero probablemente sea el mejor arco de, de la colección. Como digo, antes sí,、eh. Sí, de hecho, es el problema de ese, ese arco argumental es precisamente el final. Que、claro. Creo que la identidad de, de este villano tendría que haber sido algo más impactante, porque es simplemente、sí. un nuevo villano que、uh -huh. realmente te importa poco. Y después de haber hecho pasado, o sea, ver, hacer que, que realmente los dos héroes lo pasen muy mal,、claro. creo que un, un personaje con más punch. Hubiese sido lo, lo, lo idóneo y, y por eso falla, pero el dibujo es, es espectacular. Sí, sí, sí. Realmente, después de haber venido de un dibujo confuso como el de Jaeli, que no digo que sea malo, pero en fin, para gustos, y, y ya digo, lo que es Brett Booth, que es un hombre que acaba, un dibujante rápido, pero sinceramente yo no lo veo dibujante con demasiada. Demasiada calidad, yo creo que tiene todos los defectos de, de Jim Lee y, y pocas de sus virtudes, por ejemplo. Pero bueno, en fin, la cuestión es que Ardian Siaf es una maravilla en esta serie. Incluso le ha tocado dibujar algunos de los espantosos episodios de, en, en, encrastados dentro de lo que ha sido ese, el, el, la, la etapa del DCU, que son terribles, pero terribles. Y es una pena tremenda ¿no? que un dibujante de esa talla. Esté dibujando o sea, historias tan, tan malas como esa. ¿no? Pero bueno, el arco que estamos comentando, yo creo que estoy de acuerdo con, con lo que dice Paco, de que realmente el problema es、eh, esa revelación un poquito según vas descubriendo. Es normal, ¿no? la historia es tan bien planteada y se basa tanto en ese misterio, etcétera, que forzosamente cuando te lo revelan, pues tiene que, tiene que flojear un poquito. ¿no? Pero bueno, aún así, yo digo, lo mejorcito de la, de la colección, de momento. Eh, muy muy, muy rápidamente, sí que me gustaría que、mm, hagamos un repasito de lo mejor o de lo que más podríamos destacar de las apariciones de Batman y Superman juntos y unidos en otros medios. Pongamos pues, películas de animación, series, en fin, lo que vosotros veáis. Pero aquí ya tenemos que ir a Matacaballo.、Mm, ¿Qué destacaríais? Bueno, pues yendo mata caballo, mata caballo,、eh, lo que hay que destacar sí o sí son, es el cruce entre las dos series de, de los años 90, las de Bruce Tim y Paul Dini, que se produjo en la temporada 2 de la serie de Superman, en los episodios 16 a 18, que se llamaron, oh sorpresa, World's Finest, y, y que bueno, aquí incluso se editaron independientemente como una película, etcétera, etcétera, y son una verdadera delicia. O sea, a mí me parecen absolutamente maravillosos.、Eh, están dentro de una serie animada que es para niños, con lo cual hay cositas que, evidentemente,、pues、son demasiado suavecillas o demasiado tal. Pero oye, es que es una maravilla. Es que es gloria bendita esas series. Bueno, más cositas por ahí. Bueno,、eh, ya digamos que después de esto,、eh, Superman siguió apareciendo en las series de Batman, porque de, de Superman no h a vuelto a ver ninguna más en solitario. Aparece en la que se llama The Batman en los episodios 1 y 2, pero tampoco me parece muy, muy destacable. Algo que sí que me parece que es bastante más,、eh, más interesante. Que es, es la, la aparición de, de Superman en la serie de Batman Beyond. Digo más interesante, no porque fuera muy, muy, muy espectacular, sí que aparece en、eh, dos episodios de la, temporada, de la temporada 3 de Batman Beyond. Pero el Superman Beyond me parece un personaje muy agradable, muy interesante. Es un Superman muy mayor, que está un poquito fuera de la humanidad, que no ha dejado de ser Superman, ni está especialmente traumatizado, ni está especialmente loco. Pero sí que es un personaje que, que está un poco ya des, despegado de la humanidad. Y me parece una visión muy interesante. Del personaje. Lo interesante también es que apareció en las series de animación por primera vez este Superman Beyond y luego、eh, prosiguió su historia en los cómics al menos durante un tiempo. Y me parecen cómics que son relativamente salvables, la verdad. Me parecen bastante, bastante aceptables. Pero bueno, es una anécdota más que eso, solamente decir que dentro de Batman Beyond también hubo un, un Superman Batman. Y luego lo que sí que me parece bastante destacable son las dos películas de animación que se basan. En, la, en los cómics que comentábamos antes del 2003 de j e f Loeb,、eh, los dos primeros arcos de la serie regular de j e f Loeb, que son Enemigos Públicos, que es la de Ed McGuinness, y Apocalipsis, que es la de Michael Turner, no la de Supergirl. Sí, sí, sí, Estas sí, sí. dos se adaptaron a, a, a animación, respetando hasta cierto punto la estética、uh -huh. de los cómics, y a mí me parecen dos películas la más de entretenidas y la más de fieles a los cómics a los que se basan, y oye, pues oye, una gran aportación, me p a r e c e a mí. Completamente de acuerdo. ¿Paco? Sí, poco más que añadir. Realmente ya hablamos, nos extendimos bastante en el especial de Superman sobre estas dos películas. Unas adaptaciones muy fieles, eh, eh, siempre con el problemita de que, claro, adaptar el dibujo de Michael Turner de la segunda película es muy complicado, porque este hombre、eh, dibujaba espectacular, sobre todo su Supergirl. Y bueno, Bueno, y poco más. La e Brustim es para comentar aparte, porque todo lo que ha tocado Brustim con, con DC es, es, es una maravilla. Y por último, también deberíamos comentar un poco un par de Else w o l v s que son destacados. Y aunque ya hemos pasado la parte de los cómics, de, creo que son de mención porque realmente es el, el eje central. Son Batman y Superman y son interesantes. Vale. Sí, dentro de los h i l l s w o l v e s el que creo que primero tendríamos que destacar sería el, el Superman Batman Generations, que es, una, es un trabajo de John Byrne, allá por el año entre el 98 y el 99, y que, aunque ya no es el Byrne de los 70 y los 80 con su dibujo magnífico, algo le queda. Es una obra muy muy, muy s a l v a b l e en ese sentido, que tiene un punto bastante original, y es que lo que plantea esta serie es más o menos qué ocurriría si Superman y Batman hubieran aparecido en los años 30, tal como aparecían sus contrapartidas en el cómic, y hubieran continuado envejeciendo y evolucionando、eh, con, con si el tiempo hubiera pasado normalmente. Es decir, ellos son igual que en los cómics en los 30, pero luego Batman irá envejeciendo, tendrá hijos, sus hijos tomarán su lugar como, como Batman, les pasarán cosas, etcétera, etcétera. Superman envejece más lento, pero también envejece. Evidentemente, tiene el problema de que Lois es humana y sí que envejece de un modo mucho más rápido, también tendrá hijos, que también les pasarán cosas, etcétera. Y a lo largo de las historias, pues iremos viendo estas generaciones. De la familia de Superman y la familia de Batman de aquí hasta bueno, el, un futuro muy, muy, muy remoto. La serie, a pesar de que, como digo, pues, bueno, quizá el que tuvo retuvo, n o Birn sigue teniendo muchísimo nombre, aunque su dibujo a lo mejor no es tan tan maravilloso como, como lo era en los 70 y los 80,、eh, como digo, es bastante correcto y, sobre todo, para fans de Birn, pues, esto e s puede gustar mucho. Fuera por lo que fuera, la cuestión es que la serie fue un exitazo y llegó a tener hasta dos secuelas más: O sea, Generations 2 del 2001 y la 3 del, 2000, del 2003, con lo cual, pues, bueno,、eh, realmente la cosa funcionó. A mí, este s World, el, el Generation, me, me encantó en el momento que lo leí porque、eh, creo que lleva al máximo exponente algo de lo que DC debería recuperar, que es el, el hecho de, de, de portar el manto anterior, ¿sabes? El de transmitir el manto a, a la siguiente generación. Y creo que funciona muy bien.、Eh, es, es muy curioso porque realmente、eh, conseguimos encariñarnos de personajes. Inventados para este cómic. Está planteado, es parecido al, a la miniserie que hemos dicho antes, va por décadas y cada década te cuenta la historia de un personaje. No se corta si tiene que matar a alguno y tal. Y, y yo creo que el problema también lo encontramos en el final al, al dar un giro un tanto extraño por no querer deshacerse de, del Batman original. Pero Es una serie muy recomendable.、Eh, sus dos secuelas、mmm, son algo más flojas. Se nota que, que las sacaron simplemente por el éxito de, de la primera. Pero bueno,、eh, son historias que estarían entre medias de las historias contadas en el primer generations. Y creo que es un cómic muy a destacar. Y sobre todo a todos aquellos amantes de, de los otros mundos, que sé que es algo que funciona muy bien. Creo que lo deberían coger y. y A mí todo lo que hace Barry me gusta, así que supongo、uh -huh. que no soy demasiado objetivo. No, pero realmente es que Birn siempre es un autor a a tener en cuenta, aunque aquí, como digo, ya, ya no es lo que había sido. ¿no? Pero bueno, hay otro e i l l s w o r l d s que no es exactamente un, un, sobre el equipo de Superman-Batman, pero sí que creo que como mínimo tenemos que mencionar, ¿no? mencionar lo que es el, el Balas Ardientes, Speeding Ballets, que básicamente te cuenta qué habría ocurrido si la cápsula de Superman la hubieran encontrado el matrimonio Wayne. Por tanto, el que sufrirá el trauma de la pérdida, d el asesinato en el callejón, no es Bruce Wayne, sino que es,、eh, bueno, voy a decir Clark Kent, pero este nunca se llamó Clark Kent porque nunca le encontraron los Kent. Y bueno, como digo, este caso、pues、no es lo que estamos hablando, no es el equipo, Superman y Batman, pero, pero hombre, la pero mezcla entre final, los dos. ¿Al、mola. final, no, no tuvieron el matrimonio Wayne no tuvieron al pequeño Bruce? Aquí, en este mundo, tal como te lo plantean, no. Eh, lo que te viene a jugar con esa idea de, de qué pasaría, pues eso, si, si el matrimonio Wayne es el que se encuentra con, con, el, con la cápsula y es ese niño el que crían y no, y no otro. Entonces, pues bueno, se produce una mezcolanza entre los dos bastante curiosa con ese Bruce Wayne kryptoniano que, bueno, pues、eh, tendrá un auténtico trauma con, con los poderes que tiene, acabará desarrollando una personalidad más o menos parecida a. A la del Bruce Wayne habitual, pero bueno, pues todo será muy diferente. n o La verdad es que es una historia que se lleva quizá demasiado al extremo en algunos aspectos y eso hace que pierda fuerza, sobre todo hacia el final, pero el planteamiento es como mínimo muy curioso. Muy, muy curioso. Inventos. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausita. Creo que ya nos hemos quitado una, una parte importante de. De nuestro análisis dossier de hoy, de nuestro monográfico, verdaderamente creo que hemos citado lo más importante. Seguramente habrá gente que diga: Os habéis dejado no sé qué historia que a mí me gustó, pero no os habéis acordado de ella. Bueno, hay tantas apariciones de Superman y Batman que no podemos con todas. Además,、eh, muchas veces se ha pasado uno de los dos por la colección del otro y ha dado grandes momentos. Porque, claro, habrá gente que, que se acuerde, ¿no? O sea, Batman y Superman han tenido momentos muy, muy, muy. Recordados y aplaudidos, pero en una colección de uno de los dos propia, por decirlo así. Y nos podemos acordar seguro de grandes instantes, pero、eh, queríamos hoy centrarnos en esas historias en las que los dos son protagonistas. Pequeña pausita, y cuando volvamos, la película. Ahí es nada. La recomendación de la semana. Una pildorita sonora en forma de consejo ofrecida con la mejor intención. ¿Te fías de nuestro criterio? Pues presta atención a esta breve sugerencia. Hola a todos, soy Albert, PR17, y en esta oportunidad me gustaría recomendaros un cómic. La obra en cuestión es Equipo Rojo, que cuenta con guión de g a r t h e n n i s y el dibujo de Craig t h e r m a n Ennis, como muchos sabréis, es un guionista muy famoso, bastante respetado, y eso que el hombre se ha dedicado muchas veces a tirar de un sentido d e humor muy bestia, del lenguaje soez y de la ultraviolencia en muchas de sus obras. Rastro de e l lo podemos encontrar en Predicador, en The Voice, en Crónicas de Warwood o en el bastante famoso y muy de culto volumen llamado The p r o p Pese a todo, él también tiene un lado serio y normalmente está vinculado a las historias de gente en armas, ya sean soldados o policías. En esta línea destacar War Stories, un maravilloso compendio de historietas enclavadas en la Segunda Guerra Mundial, o una cosa bastante curiosa que es 303, uno de sus cómics menos conocidos. En esta oportunidad, en Equipo Rojo se decantará por explicarnos una historia de género negro. Muy realista. Muy urbana y muy enclavada la realidad de la policía de Nueva York. Que por cierto está plagada de gente de origen irlandés, que forman una especie de núcleo duro dentro de este estamento policial que llega a funcionar a veces con sus propias reglas. En fin, este cómic Equipo Rojo trata de un grupo de policías. Una unidad de élite del grupo antinarcóticos del departamento de policía, insisto, de Nueva York. Ellos, contando con el apoyo de sus superiores, tienen una forma de funcionar muy particular, con la que pueden utilizar recursos del tipo de vigilancias no permitidas, violencia un pelín excesiva y, cuando es necesario, incluso manipular pruebas para conseguir llevar a juicio a los criminales más peligrosos del distrito más chungo de la ciudad. e s l o les permite, obviamente, ser muy resolutivos y tener incluso una muy buena fama dentro del departamento. Pero las cosas se complican cuando intentan tender una trampa al narcotraficante más peligroso de la ciudad. Este domina un distrito entero a sangre y fuego, pero es lo bastante listo para detectar que le han colado un topo dentro de la organización. Cuando el infiltrado de la policía es asesinado, el equipo rojo es apartado del caso. Este grupo, compuesto por simplemente cuatro policías muy capaces: Duke, George, Eddie y la hermosa Trudy, Se sienten muy frustrados. Por las características de su trabajo, esta gente está muy unida y, como que i no queda la cosa tomando una cerveza, deciden tomar cartas en el asunto. Ahora ya no están en la primera línea, los superiores los han mandado a una especie de retiro espiritual, lo cual les da tiempo para planificar algo que les hará cruzar una línea roja. Es el asesinato de este narcotraficante. Con sus conocimientos y sus habilidades, que las tienen, Consiguen pergreñar un plan perfecto que sale estupendamente. Liquidan a este hombre, no dejan ninguna huella y, sobre todo, consiguen que las sospechas de este crimen recaigan sobre la competencia criminal del distrito. Con el paso del tiempo, acaban por pillarle el gustillo a esto de repartir tiros en la cabeza y realizar acciones punitivas, asesinatos selectivos. Lo cual permitirá a Ennis dibujar también las reacciones y los pensamientos de cada uno de los personajes, principalmente de los protagonistas, que son Eddie y Trudy, los jóvenes del grupo. Con el paso de los números, veremos cómo perfeccionan sus métodos, cómo dejan de plantearse la moralidad de sus actos, pero también cómo se ciñen a una suerte de código de honor. No son asesinos, psicópatas ni nada por el estilo, simplemente hacen lo que creen que deben hacer por el beneficio de la comunidad. El giro espectacular de la obra, y que desembocará en un final explosivo, es cuando descubren que en el distrito ha aparecido una nueva banda, a la cual pueden seguir por el rastro de cadáveres que dejan a su paso. Normalmente, estos cadáveres, por cierto, están desmembrados a machetazos. El desenlace de este cómic de equipo rojo nos presentará unas cuantas situaciones bastante violentas, unos tiroteos espectaculares y, sobre todo, el guionista con el dibujante que está bien, sin ser nada espectacular. Nos llevarán a preguntarnos la validez de los actos de la policía de Nueva York, ya que en el fondo todo esto trata de las corruptelas y del funcionamiento endogámico que tiene este cuerpo. Esto lo podéis encontrar en España en un volumen unitario, son 7 numeritos, unas 180 y tantas páginas, editado por Planeta a un precio que creo que está bastante apañado. Y sin más que explicaros al respecto, os recomiendo, insisto vivamente, este cómic. Hasta otra. Bueno, y tras esta pequeña pausita, seguimos aquí en LODE, en la órbita de Endor. Llega la hora de darle a nuestros oyentes nuestra crítica sobre Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, esta película que ha vuelto a pasar, ha vuelto a ocurrir lo que pasó con Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y es que todo el equipo está divididísimo. Y yo, por lo que hemos podido, por lo que yo he podido leer en las redes sociales, Un consenso tampoco se está alcanzando. Normalmente, o sea, hay películas que. Hay voces rimbombantes, yo creo que en todas las películas, ¿no? O sea, había gente que aplaudió. Los Cuatro Fantásticos,、eh, la última representación fílmica de esos superhéroes. Con Deadpool también había algunas personas que decían que no les había gustado demás, pero、mm, hubo mayorías、eh, en contra de este primer ejemplo que hemos puesto y a favor. No fue un consenso total, pero casi. Pero con esta película, yo no sé lo que la gente habrá leído por ahí en las redes sociales, pero yo estoy viendo mucha controversia. Gente muy a favor, gente muy en contra, estoy leyendo de todo. Y además con ese tipo de posiciones como muy sólidas, en plan, peliculón o vaya mierda, así de simple. Y aquí dentro del equipo, pues pasa tres cuartas de lo mismo.、Eh, hemos perdido a Antonio Monfort del shock que l e ha causado. Vamos a ver si luego le. Logramos recuperar y, aunque ya sea en la recta final de esta crítica de la película, vamos a ver si le podemos meter. De entrada, seguimos por aquí con Paco Garrido. Paco Garrido, tú sigues aquí, ¿no? Yo sigo aquí, con la voz un poco peor, pero sigo、mm. aquí. Durante las pausas, de repente te has puesto malo. Me he puesto malísimo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, para cubrir un poquito el hueco de, de Antonio Monfort, bueno, pues、eh, hemos añadido aquí a Jaime Angulo. Jaime, bienvenido. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, las campanas no pueden desdoblarse. ¿Qué tal? Bueno, ya advertimos y ya dejamos claro que vamos a hablar con spoilers. Con lo cual, el que quiera sencillamente hacerse una idea de cuáles son las sensaciones que nos ha dejado la película, vamos de entrada, nada más empezar. A colocarnos cada uno de nosotros en el escenario y luego ya empezamos aquí a rajar. Y bueno, sin contemplaciones, el que se quiera bajar del barco lo puede hacer en cualquier momento. Paco Garrido,、eh, decir, decir que tú ahora mismo, grabando、eh, a un, un día después del estreno en España, que, que, que curioso, ¿eh? hemos sido de los primeros esta vez. <ríe> Esto es inaudito. Gracias a la Semana Santa. Y con eso de que no teníamos un viernes natural, por decirlo así, entre comillas, pues el viernes artificioso era el miércoles, por estos cuatro días festivos, con lo cual se estrenaba el miércoles, cuando casi en el resto del mundo, creo que hay alguna excepción por ahí en Latinoamérica, pero no me atrevo a decir en qué países,、eh, pero en el resto del mundo hasta el viernes no la ven. Es decir, en términos de. Nuestros, o sea, todavía la película no se ha visto en ninguna parte del planeta. Ya estamos aquí analizándola nosotros. Aunque luego este programa ya salta después. Bien, Paco, tú ya la has visto tres veces. En 48 horas, tres veces. Es muy significativo esto ya. Pues sí, es bastante significativo. Aunque tengo que decir que las entradas las tenía antes de saber si me iba a gustar o no. Así que. Pero bueno. A mí me ha gustado la película. Eso sí, entiendo que a gente no le guste porque es una película que tiene muchos peros.、Uh -huh. Si、sí, te pesa más lo que te ha gustado, lógicamente te va a gustar, pero, claro,、eh, ah, no, todo, no todo el mundo puede perdonar tanto como puedo perdonar yo. De acuerdo, aquí también es verdad que es una película que, según qué tipo de conceptos, es muy osada. Ha hecho. Se ha tomado algunas libertades con lo que podríamos decir que es la, la naturaleza estereotipada de estos personajes, con lo cual vemos cosas que incluso rompen completamente lo que son los,、eh, las restricciones éticas, sobre todo de uno de los personajes. Y claro, esto dependiendo de lo tolerante o no que seas con estas cosas,、pues、podrías perdonarle ese, esos detalles a la película y disfrutarla, o bien. Ya ir encabronado vivo, porque claro, ya a partir de ahí te han roto bastantes esquemas. O sea que tú,、eh, aunque ves algunos defectillos, pero básicamente a ti la película te ha gustado. ¿Estás muy, muy, muy entusiasmado? ¿Dirías, es un peliculón? ¿O sencillamente es una buena película? No, no sé cuáles serían los adjetivos que tú utilizarías. A ver, a mí me parece una muy buena película, pero claro, yo entiendo que yo soy un público objetivo muy claro. O sea. A mí, con que me gusta,、si、o sea, voy a magnificar la película seguramente, siempre teniendo en cuenta de que, de que tiene fallos, pero a mí, mientras me guste, sé que me va a gustar más que a una persona que, que, que esté un poco más alejada de este, de este tema y de este mundo. También puede pasar lo contrario, que estando muy dentro del mundo de C, si no te guste. Eh, enviarla lejos, ¿sabes? Bajarla más de lo, de lo que puede que toque porque te fastidia tu, porque fastidian a tus personajes. Es、eh, lo mismo que pasó con Star Wars. Cuanto más quieras el producto, si te ha gustado, te va a gustar más y si te ha gustado menos, quizá te moleste todavía más que a una persona un poco más neutral. Vale, yo como. <coughs> Perdón, estamos aquí en la ó r b i t a n d o s vamos a intentar. Relajarnos.、Eh, ayer, después de salir de, de la proyección, pues bueno, estábamos algunos de nosotros a lo mejor muy excitados o a favor o en contra. Bien, vamos a ver si ahora nos relajamos y vamos a intentar exponer nuestros criterios relajadamente. Lo digo por ti, Jaime Angulo. ¿Cuáles son las sensaciones que te provoca la película en estos momentos cuando la recuerdas? Bien,、eh, si te he tenido ya un tiempo para dormir la película, para analizarla,、eh, mantengo las mismas. Sensaciones que tuve al salir, es verdad que quizá no tan calientes, y por eso sí que puedo decir que para mí, sin ningún género de dudas, ha sido un fracaso rotundo y que no me ha gustado pues, prácticamente u e s p nada. Creo que tiene una gran cantidad de ideas muy buenas, en realidad, y ese es la sobre todo el pozo que me queda más positivo: que como ideas y como atrevimientos, tiene muchos y muy buenos. Y son cosas con las que yo podría comulgar perfectamente. Y sin embargo, luego creo que en la ejecución se quedan absolutamente por detrás y no llegan en absoluto a, al nivel que se, le, que se le podría pedir a esta película y el que se podría desear en ella. Sobre todo. Porque yo creo que es una película a la que sí que se le debía exigir algo. No, que, no debía ser simplemente una cosita que pasara así por alto y como si nada. Una película más de superhéroes, porque. Es un producto que tiene bastante significación. Y bueno, pues、eh, decir simplemente que, un poco al hilo de lo que comentaba Paco, yo también me considero bastante público objetivo de esta película. ¿eh? Me considero bastante público objetivo porque me gusta mucho Batman, decir? Perdón, me Perdón, que u decir... g Superman. t a m c h o s u ¿Qué decir de Batman? Porque es, dentro de los superhéroes en sí mismos de, de DC, mi favorito. No es mi persona f a v o r i t o de DC, pero sí mi superhéroe favorito. Y Superman, pues tengo una relación pues, bastante. c e r c a n a al amor más que al odio para, como personaje. Y también he sido consumidor de Batman y Superman en cómics. Y me gustó el hombre de acero. Quiero decir que con todos estos elementos, yo, y ya os lo dije ayer, di todo de mí, todo, puse todo de mi parte para que esta película me gustara. Y tengo mucha cintura a la hora de valorar o de disfrutar las películas. Y en este caso no pude, prácticamente en ningún momento. Quizá los primeros 20 minutos, media hora, a partir de ahí ya. No puedo más. Y, y el problema es que esos 20 minutos o 30 iniciales se me derrumban precisamente por las sensaciones posteriores. Bueno, y en cuanto a mi caso, yo que podría aquí desbalancear un poquito a favor o en contra, pues resulta que no. Yo me voy a quedar en el, en el punto neutral. O sea, y, y fíjate que me lo olía. Y lo comentaba con vosotros antes de sentarnos en las respectivas butacas. Eh, pensaba, fija, iba, o sea, he salido con las sensaciones que temía que iba a tener. O sea, una película que voy a ver cosas que me van a gustar mucho y cosas que no me han gustado ni un pelo. Y para mí, no puedo quitarme esa sensación otra vez de oportunidad perdida, porque había muy buenos elementos aquí y hay tramos de la película que están tan bien horneados que me parece de lo mejor que he visto dentro de. De las películas que tienen que ver con el universo de DC. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar. Es inevitable que metamos a Marvel en la ecuación, pero bueno, ahora después. De hecho, esta película me ha hecho olvidarme completamente de Christian Bale. O sea. Al salir del cine no sabían quién era Christian Bale. e Christian Bale quién es ese? ¿Ha sido Batman alguna vez? Me había olvidado de Nolan y me había olvidado de muchísimas otras cosas. Y verdaderamente.、Eh, Cosas que pensaba que a lo mejor no me iban a hacer tanta gracia, me han hecho muchísima gracia. Pero sigue teniendo muchos de los problemas que yo siempre le encuentro a Zack Snyder. He visto muchos de los problemas importados directamente del hombre de acero, que ya eran problemas en esa película y que aquí siguen siendo problemas en lugar de haberse convertido en aciertos por el asunto de la experiencia y de aprender cosas, pero parece que no. Seguimos RQR con algunos aspectos que cinematográficamente hablando a mí me parecen pésimos, incluso ofensivos. A mí, como espectador. Pero realmente estaba muy contento a veces y muy cabreado en otras. Y había instantes en los que. Y fíjate que esta película no tiene ni un gag, o sea, no hay nada de humor. Pero había momentos en los que la película me, me obligaba a troncharme vivo porque me, me parecía un despropósito lo que me e s t a b a n contando en pantalla. Todo esto ya lo iremos comentando luego. Bien, con lo cual tengo una sensación de sí, pero no.、Eh, me ha gustado más de lo que me ha disgustado. Creo que ahora mismo. Nunca, nunca había tenido esta sensación de, de estar justo en el punto intermedio cabal. O sea, soy el g i n y el Jan. Porque, por ejemplo, hemos citado antes Star Wars con El despertar de la fuerza. Yo puedo decir que la película me gustó. Ya estaba a favor de la película, aunque veía muchísimos inconvenientes. Y le di muchos palos, pero también le, le di muchas palmaditas en el hombro ¿no? a los responsables porque me parece que. En términos generales, la balanza estaba más a favor que en contra. Pero con esta película no lo tengo claro. Voy a tener que verla varias veces porque es. De verdad, en serio. O sea, tengo conflictos internos porque media película me parece estupenda y la otra película me parece penosa. Con lo cual, vamos a ir desgranando poquito a poquito todas estas opiniones. De entrada, vamos a meternos con. Con la cuestión de, de producción, datos de producción y todo este asunto. Zack Snyder, un director que yo no sé, o sea, realmente ahora mismo、mmm, no me creo a ningún rumor de los que hay por ahí. No sé, no sé muy bien si esta película ya directamente le sitúa、eh, en un punto concreto o qué demonios va a pasar aquí. Pero aquí se jugaba DC muchísimo y Zack Snyder era de los que más estaba jugando con esta peli. Entonces no sé qué os ha parecido a vosotros la labor de dirección de este buen señor. Paco, Zack Snyder. Mejor que en El Hombre de Acero. Este es el Zack Snyder. De otras películas que. Porque yo creo que hay dos Zack Snyder realmente. Para mí. A mí me da la sensación de que hay dos. Y en un momento determinado perdimos al primero. Ahora tenemos al segundo, al hermano gemelo. Del que parece que. Bueno, ya nos tendremos que conformar con este. ¿Tú qué opinas, Paco? o A ver, Zack Snyder,、eh, creo que directo a n trovero, te puede gustar o no te puede gustar. O sea, tiene tantos defensores. Es un poco como, como la propia película, siempre polariza, nunca hay nadie que le dé un poco, un poco lo mismo. Es cierto que en sus primeras películas la gente estaba más a favor de él y ahora entiendo que, que la gente pueda, pueda estar más molesta. A mí me gusta, a mí me gusta.、Eh, creo que es un director que visualmente hace las películas, las mejores películas de cómic, en mi opinión. Por lo menos esta、mm, me ha encantado visualmente. Y, y, por, y la de Watchmen me parece también una gozada. Pero claro,、eh, un director no solo puede fiarse de, de, de, la, de, de su visión. De, De su visión, no puede fiarse solo de, de lo que nos aporta visualmente, también tiene que saber dirigir a los actores. Y creo que, es, que aquí comete algún, algún que otro error, que es que son errores que, como tú decías antes, que es que te dan rabia, porque dices, es que con, con muy poquito podrías haberlo hecho mejor. Con muy poquito, o sea, con un detallito que, que hiciese. Que, que eso no te rechinase tanto, lo perdonaría, s más.、Eh, por ejemplo, ya le pasaba al hombre de acero. Esta película tiene un montaje cuestionable, aunque a, a mi parecer está algo mejor que, que la anterior. A mí, claro, precisamente, eso, en, en el tema del montaje, yo creo que es don, donde yo encuentro las mayores irregularidades de esta película. Hay momentos en, lo que, en los que, en real, o sea, de verdad que el montaje me parece exquisito, perfecto. Y luego hay otros instantes en los que digo, no, no, entiendo,、mmm, no entiendo qué está pasando en la sala de producción, si es que el tío de las tijeras está aquí empalmando todo borracho o qué, no lo entiendo en serio. Y, y en fin, en el montaje y de cara al montaje también deberíamos hablar de lo que se incluye, de lo que no se incluye, de lo que está de más y de ese metraje que sencillamente nos sobra. Y aquí, aunque podremos hablar del montador y tal, pero al final es el director el que debe decidir si la película se va a quedar en dos horas o en dos horas y media. Y aquí、mmm, ha habido unas tijeras muy cortas, ¿no? Cortaban m a l el filo estaba mal, Paco, ¿o no? No sé si, si han cortado demasiado poco o directamente lo han montado de una forma rara. Eh, ya se ha dicho, porque se dijo antes incluso del de, de estreno de la película, que, que va a haber una versión del director、eh, clasificada R、eh, con 30 minutos de más. Y no sé si、eh, al querer acortarla lo han hecho de una manera、eh, algo, de, algo descuidada o algo、mm, no muy, muy correctamente. O directamente que han cortado por donde no t e n í a que cortar, o que el resto de lo, o sea, o, o lo que no nos han puesto es peor.、Uh -huh. No lo sé, no lo sé. Pero s é que estamos se... haciendo una pequeña puntualización.、Mm, lo que pasa que, claro, aquí se llaman las cosas porque ya directamente las empresas nos les ponen esos nombres. Pero para mí, el, el término director's cut, es decir, el montaje de director, creo que ya es un término que está totalmente devaluado. O sea, es un término que ya no significa lo que, lo que debería significar, porque deberíamos entender entre el montaje del director y una versión extendida. Y comúnmente se equivocan, muy habitualmente, pero incluso por las propias productoras, distribuidoras, etc. Ese término. Lo que nos van a colar va a ser una versión extendida, no una versión del director. Porque si yo soy el director de esta película, hay cosas que las quito, las cambiaría de lugar. O sea, lo que es un montaje nuevo. O sea, montar otra vez la película desde el principio. Y hacerla de un modo u otro. Eso es un montaje del director, no una versión extendida. En plan, voy a meter más escenas de lo que. O sea, vais a encontraros exactamente lo mismo que habéis visto, pero con más cosas entre medias. Eso es una versión extendida de manual. l q u e lo queremos llamar director's c u d Bueno, pues lo podéis llamar como os dé la gana. Lo podríamos llamar. Podemos incluso inventarnos un nuevo término y ya está. Y si se aplica y funciona, pues seguiríamos con eso. Pero ya ha habido un momento en el que lo que es el término montaje del director para mí ya no tiene ningún sentido. Bueno, Jaimito, tú que me cuentas. A ver, ¿qué puedo, ¿qué puedo decir? Ya salí de la película directamente comentándote que había una cosa que a ti, que en cambio te había gustado, a mí me había chirriado bastante en este caso. Vamos a ver, Zack Snyder, tal y como era antes, al menos lo que yo he considerado por haber visto, yo creo que prácticamente todas sus películas, me parece que era un tío que se desenvolvía bien en situaciones en las que tenía que contar muchas cosas, aunque tuviera un espacio limitado de tiempo. Y en Batman contra Superman, o como quiera llamarse. No veo que haya tenido esa. No, no veo que haya tenido ese toque de poder contar tantas cosas al mismo tiempo. Y de ahí que tengamos escenas que se vayan cortando cada minuto prácticamente de forma tan atropellada que a mí personalmente, cuando hay tanta información en pantalla, no me gusta. Ya no porque me pierda, que por lo general no es el caso, vamos a ver, que tampoco se me cae el labio. Sino porque cuando tienes tantas cosas con tal intensidad en pantalla, me gusta que me las muestren un poco más. Porque si no. Se produce un cierto efecto de desconexión, al menos a nivel emocional, con la película. Lo cual, sin duda, pues, va completamente en detrimento de la misma. Y luego, encima, luego encima me alarga innecesariamente algunas escenas, desencuadrándolas además, y no puedo entender por qué. Y estoy pensando precisamente en el ejemplo en el que la primera vez que vemos a Batman en acción, entre comillas, porque no llegamos a verle haciendo mucho. Que es cuando llegan los policías en Gotham a este almacén a rescatar a las, a las menores, ¿no? que, que hay un tío que las ha secuestrado. En el momento en que los policías están acercándose al, al secuestrador, se alarga muchísimo con el secuestrador desenfocado, intentando generar una tensión que no entiendo. Es un ejemplo simplemente que pongo que no, no veo que lleve a ninguna parte. Y es lo que en general. En ponzoña toda la película, porque al final el corte, los montajes y todo lo demás, me parece que está completamente deslavazado, que no, no, no lleva a ninguna parte y que sobre, todo, que, sobre todo, el principal problema es el que os he comentado, que favorece la desconexión emocional con el espectador. Y a mí es lo que me ocurrió en todo momento. Y es algo que no me pasaba en otras películas, ya digo, como Watchmen, en la que también se contaban muchas cosas. O en otras, como en 300, simplemente con las escenas de acción, en las que podías ver absolutamente todo y con una nitidez perfecta. Pues sí, aquí, sí. aquí, fíjate, sí que tengo algo que decir por, sobre el tema de la, los combates, porque aquí los combates, en cambio, sí que están mucho mejor que en el Hombre de Acero, por ejemplo, en mi opinión, sobre todo en cuanto a enfoque y encuadre. Pero para todo lo demás, pues no, no. Yo、no, e、no、l tema de los combates, no sé, por, no sé si es que está hecho adrede o qué. Me, mmm, o es que está filmado adrede de esta manera, pero me entero bastante mejor de lo que hace Batman que de lo, de lo que hacen los demás. O sea, de los demás, pues no me entero demasiado. Sí que creo que ha habido un poquito menos de lo que nosotros solemos llamar cámara Parkinson. Creo que, que hay menos, que, pero sigue habiendo instantes mareantes de. Vale, tío, o sea, para y a no me entero de lo que estoy viendo. Pero bueno, insisto que este es el mal endémico de Hollywood, que creo, creo que dentro de. Diez o veinte años ya no lo tendremos. Tras tanto, nos queda sufrir. Bueno, prácticamente yo poco más voy a decir. Del guión, ahora voy a empezar contigo, Jaime.、Uh -huh. ¿Sabes? Porque como uno va con el cuchillo y el otro con las vendas, ahora voy a ir cambiando el orden. Guión, Chris Terrio, Terrio y David S. Goyer. En fin, ¿qué decir, Jaimito? Cuéntame,、pues、sí, Jaime Guri. Cuéntame, cuéntame. Mira, yo tenía, tenía muchísimas esperanzas puestas en este guión, sobre todo porque, tras enterarme de que Christerio iba a ser parte de, de la guionización, la verdad es que me, me sentí como muy aliviado, ¿no? Porque tenía mis ciertas dudas con respecto al trabajo de Goyer, porque últimamente, los últimos coletazos que ha ido dando, sobre todo en, dentro de DC, que se mueve, ya sabemos, en ese mundo, bueno, yo estaba muy disconforme con lo que había hecho. El ejemplo de Constantin, e desde luego, todavía me pesa muchísimo y,、eh, para mi gusto, ya le va a pesar toda la vida. A este tío, a David Goyer. Pero bueno, ya digo, cuando apareció Crister Río dentro del plantel, dije, vale, vale, porque joder, yo vi Argo M, me, me parece una película que está muy bien. Pero también hay que decir que, bueno, o sea, tampoco es que sea un guionista que digas que sea un valor seguro. Sí, Argo tiene muy buen guion, pero básicamente es lo único verdaderamente destacable que tenía. Bien, sí, pero, pero, pero ya solamente con eso me dio cierta tranquilidad, porque vamos a ver, si yo ya voy con una intranquilidad manifiesta por David Goyer, pero me ponen a este. Que al menos sé que tiene un trabajo bueno, que es lo, lo más reciente suyo que he visto, pues entonces、mmm, se me alivia la tensión, ¿vale? Pero claro,、eh, luego hay que tener en cuenta, también es verdad que dentro del guión ha habido muchas manos, que es cierto, que es que no estamos con un producto al uso y ya sabemos cómo van estas cosas. Primero hacen ellos el guión, Zack Snyder también está metiendo mano, mano o mal metiendo, ya no lo sé. Eh, luego tienen que estar también, pues imagino, los de DC, los, de, los propios de la Warner, para decir, no, por favor, un poco más comercial, un poco más por aquí, un poco más por allá. Yo entiendo que el guión es una parte clave, muy importante y muy difícil de hacer dentro de una producción de este tipo. Pero es que al final, pues el guión que tenemos.、Pues、vamos, ahora mismo, yo no sé. Eh, so, eh, también lo hablábamos ayer cuando volvíamos del cine, precisamente, los tres. Sobre el papel, yo no dudo que este sea un guión hasta bastante decente. Sobre el papel. O sea que yo ya no sé hasta qué punto es la ejecución lo que lo manda a tomar vientos o qué diablos. Porque hablábamos concretamente sobre el plan de Lex, el plan maestro sobre el que gira y pivota toda la película a lo largo de la primera hora. Vale. Una vez relajado todo ese plan y entendido, puedes decir, bien, vale, un buen plan a la altura del Lex Lucer de los cómics, que podemos llegar a ver. Pero es que luego. Tal y como se ejecuta, pues necesitas. Joder, macho, necesitas mucha mano izquierda para tragártelo y para poder de nuevo conectar con él. O sea, yo ya no sé si por todo esto y por Bueno, ¿qué coño? Y luego también cosas como este Doomsday que nos ponen aquí. Tampoco veo que me. Es que falla este Doomsday también. Y eso sí que es problema del guión. Eso sí que es problema del guión, el Doomsday que nos han clavado aquí. Por ejemplo. Pero porque、eh, el último 13 de la película es Spider-Man 3. Es un remake. Sí, exactamente. Sí, o sea, o sea, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, a ver, mira, yo、eh, en parte pienso que esto, esta película lastra un enorme peso. Que es que no, no, no estamos aquí tratando de una película de Batman y Superman o una, pre, una, una secuela del hombre de acero, sino que esto es el puente. Único puente, al parecer, para las películas de la Liga de la Justicia. Y eso es un, un gran peso que soportar. Pero es que no solamente es un gran peso que soportar, sino que condiciona toda la historia. Porque ya tienes que meterte en b e r en j e n a l e s de tener que mostrar a los héroes que van a conformar la Liga de la Justicia, hacer historias de. Pues yo eso, eso Jaime, lo veo como un valor. O sea, este, este era uno de los méritos para mí de la película. Pero, pero es un mérito en, en, como idea. O sea, es, es, me parece muy buena idea coger y decir. Mira, no podemos asumir、eh, hacer 500 películas de origen de superhéroes. Vamos a intentar hacer una película que, digamos, los condense todos. Y ya con esta película podamos hacer una de la Liga de la Justicia y podamos evitar todas las demás. Como idea me parece buena. Ahorra costes, bien contado, habría simplificado mucho todo el proceso. Y yo creo que al final los fans lo habrían agradecido. Pero como al final se queda en una cosa fallida, el peso de ese fallo lastra toda la película. De todos modos, incluso dentro de, de lo que se podía denominar presentaciones, a mí,、mmm, yo entiendo, no hay hueco. Aunque tengas dos horas y media, no puedes presentar a Cyborg, a Aquaman, a Flash y tal. O sea, el modo en que se ha hecho, yo no tengo ninguna pega. Y más o menos ya los has mostrado y ya sabe el espectador que está ahí. Vale, no tengo pegas con eso. Pero, y, a, y en esta película, Batman ya está construido. Lleva 20 años. Cuando empieza la película. Batman lleva 20 años repartiendo en Gotham, ¿vale? Con lo cual, es un personaje que ya está formado, que ya está construido, no vamos a ver el origen desde el principio, lo cual ya sería contraproducente porque lo hemos visto un porrón de veces. Vale, lo de los flashbacks está bien y creo que están muy bien contados. Y en este sentido, me parece. Del mismo modo que critico el montaje en algunos momentos, me parece que lo que es el montaje, la inclusión. Y el modo en que están narradas todas esas subhistorias dentro del trasfondo de los personajes me parece que está muy bien narrado. Me parece que en ese sentido toda la labor de profundización en el personaje de Bruce Wayne Batman me parece excepcional. Yo ahí no tengo ninguna pega. Lo que pasa es que, claro,、eh, yo sé quién es Wonder Woman, pero mi abuela va a ver la película y no sabe nada, o el espectador que va a ver películas de superhéroes, pero no lee cómics. Y no sabe nada de Wonder Woman, le suena el nombre y tal. No le has contado nada. No le、no、has contado ni de dónde viene. Hay pistas, hay cosas así, pero uno se tiene que montar la película. Porque ni siquiera a través de flashbacks o de información colada ahí uno se entera. O sea, no se menciona nada de, de, de nada sobre su origen. O sea, no, nadie. Eh, que no sepa quién es Wonder Woman puede entender quién es Wonder Woman viendo solamente esta película, como presentación de ese personaje que sí que tiene trama, sí que tiene peso, y va a tener incluso momentos de protagonismo. Habría que haber contado algo, ¿no? Y eso lo tienen que hacer los guionistas. Sí, la cosa es que es, la, es el único personaje que va a tener película antes de la Liga de la Justicia. Y claro, yo creo que le han, le han, han querido hacer una presentación.、Mmm, Una presentación de acción para, para que te lleve a querer ver la película y a saber más del personaje. Y, y claro, tiene la ventaja que no va a tener, por ejemplo, Cyborg o Flash, que, que ellos no van a tener película hasta después de la primera de la Liga de la Justicia. Por eso se pueden permitir hacer una presentación de esta forma.、Hmm. Bueno, pero hasta cierto punto se lo pueden permitir, porque obviamente. Me, eso me parece bien, n ¿eh? Me parece que es una justificación bastante razonable de por qué no se c u e n t a demasiado sobre Wonder Woman. Pero a u n con todo, con esta presentación, realmente.、Mmm, o sea, no sé hasta qué punto también supone un lastre para la película, para todos los. Ese tipo de. Audiencia de la que ha hablaba Antonio, ¿no? Porque esa gente no tiene por qué saber y probablemente no sepa que se va a hacer una película de Wonder Woman. entonces, al final de la película, al poco que seas un poquito crítico, van a decir: ¿y esta tía qué? n O、hmm. O sea, no, eso, el, el hecho de que vayan a hacer una película no justifica que en esta haya falta de información sobre el personaje o te lo presenten mal. Porque tampoco me parece que esté precisamente bien presentado. Es que no es un cameo. O sea, directamente、eh, es un personaje con trama. Debería, debería es haber sido、importante. presentado. A mí me parece que decir, no, es que ya lo presentaremos. No, es la primera vez que aparece. Cronológicamente es su primera aparición en o sea. la película. Y aparece así, pues, vale, ¿quién pues e vale, eres? No sé, tengo poderes. Te cuento cosas. Puedo construir la historia. Eh, pero ya, o sea, yo creo que confunde bastante al espectador. Quiero decir, a mí, con, con todos mis respetos al espectador que no le c o m i s pero me la sopla. Quiero decir, a mí no me tienen que contar eso porque yo ya me lo sé. Pero creo que desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, me parece un error. Fin, vale.、Eh, <risa> per perdón, una cosita más sobre el guión. O sea, quiero recalcar porque, vamos a ver, nos hemos, digamos, posicionado ya directamente desde el principio, ¿no? O s los que les gusta,、eh, lo que no les gusta y tú que estás en medio. Yo ya, ya os lo dije, lo repito porque no lo he dicho. Todas las partes de Batman en general me han gustado mucho. Me han gustado mucho, pero el problema que he tenido es que me he quedado en todo momento con la sensación de dame más Batman, dame más Batman, que, o s a quítame todo lo demás, dame solo Batman. Y, y el peso de todo lo demás me ha, me ha frustrado mucho. Pues sí, cosa... pero, pero Angulo, aquí、pues、tengo que discrepar contigo porque verdaderamente a mí, y... el que me falta en esta p e l i es Superman. Claro, es una película、sí. de los dos. Y Batman sale lo que tiene que salir en pantalla. O sea, no le puedes dar、sí. más minutos. Aunque tú tengas más ganas de Batman, bueno, ya le darán una p e l i a Ben Affleck para que la dirija. ¿eh? La protagonista c e Bueno, esto ya llegará. Sí llega. Vale, pues si llega, ya tendrás Batman, este Batman aquí a, a casco porro. Pero claro, a mí, pero、eh, sí. que me ha faltado Superman, pero vamos. No, no, pero que, que me estás malinterpretando. O sea, me refiero, a, me refiero a que la película me lleva a eso. Obviamente, o sea, al guión le falta Superman. Ese es el principal problema. Pero precisamente porque le falta Superman. Y porque todo lo que aparece con Superman no me interesa para nada y no consiguen que me interese ni que me resulte. O sea, ni, ni que me genere ningún tipo de empatía, su problema o su drama,、hmm. que lo tiene, es cuando yo digo, bueno, visto cómo es la película, me sobra todo lo que no sea Batman. ¿Sabes? A esto me refería yo, ¿eh? A esto me refería. Con, con que dame más Batman y demás. Ya sé que va a haber más Batman, o sea, lo celebro si va a ser este. El. La, la tónica habitual que van a seguir con el personaje. Per, perdón, y simplemente otra cosa más acerca ya de guión. Con personajes ya entraremos, porque a Perry White de pronto han decidido que, que tiene que ser un subnormal. Eso para empezar. Y para seguir, con. ¿No se da,、no, no、ha dado la sensación de que esta frase carece absolutamente de frases buenas? Es que no tiene ninguna frase así recordable. Bueno, sí, pero para mal, porque al principio con Lois Lane, con el tema de los terroristas estos en. En África,、hmm. que cuando le dice.、Eh, pero eres una mujer. Y dice: Ya no soy una mujer, soy periodista. No soy una mujer, soy periodista.、Vamos. Soy una periodista. Por, o sea. Tío, ¿qué frase es esa? O, o, o con, o, es que la única frase realmente buena. Ya no la teníamos tan asimilada por los trailers. Que pierda esta fuerza, que es la de: Sangras, sangrarás. Y, si ya partiendo de, de esa base. En cuanto a los diálogos. Todo lo demás, macho, es que es de una pobreza absoluta. Como también la, la frase de Wonder Woman de presentación: que es, no has conocido a ninguna mujer como yo. No hemos he oído esa frase miles de veces. No podía de verdad haber una frase. Yo no soy guionista, pero no sé、no, no、si p o d í a haber sacado de la manga una frase más impactante. No sé. En fin. Vale, dejemos el tema del guión、eh, sobre. Fotografía, de efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario? Yo,、eh, sí, me gustaría hacer algún comentario sobre el asunto de, de los efectos especiales, porque, bueno, en este sentido, la película me parece que es, es impecable. No, no ha habido ningún momento. Lo único, y quizá la única cosa sí que me provoca un poquito de urticaria, pero podría haber sido mucho peor, es el asunto de Doomsday. Mm, pero bueno, es que yo con este, con, en esta película con Doomsday tengo muchísimos problemas. Muchísimos problemas. En serio, me,、mm, creo que el, el síndrome del Venom de Spider-Man 3 se ha aplicado desde el primer instante de, que deciden generar de, de la noche a la mañana. Un, un villano que yo creo que realmente merece una película entera. Igual que le pasaba a Venom, me parece que con, con Doomsday deberías hacer. La peli de Doomsday, de la muerte de Superman, pero desde el principio. O sea, no, no creo que sea un personaje de, para los últimos minutos. O sea, no puedes sacar a este personaje del banquillo para que juegue los últimos minutos del partido y te meta el gol del empate. O sea, verdaderamente, no sé.、Mm. Tengo muchísimos problemas también con el asunto de los efectos especiales que tienen que ver con este personaje, pero con respecto a todo lo demás, muy, muy impecable. Para mí, no sé vosotros qué pensáis. Sí, a mí los efectos especiales, como ya he dicho, visualmente la película no, no se le puede poner ningún pero.、Eh, antes has mencionado que te gustaba mucho más todo lo que tenía que ver con Batman, que se veía mejor. Y la explicación está en que todo lo que tiene que ver con Batman, lo que es la lucha, la lucha cuerpo a cuerpo, la, las coreografías. Eh, la gran mayoría están hechas、eh, de manera física. Están hechas de manera física, con cables, retoques digitales, por supuesto, pero está todo coreografiado y hecho de manera natural. Por lo tanto, todas las luchas que están hechas por Superman, Wonder Woman, al ser digital, es lógico que se vean raras. Ya siempre hemos dicho que cuando un. En nuestro ojo no está preparado para el efecto digital todavía y es normal que, que veamos algo, algo de diferencia. En cuanto a la fotografía, <coughs> cabe decir que creo que aquí hay una mejora bastante grande respecto al hombre de acero y se debe básicamente al cambio de, de director de fotografía. Aquí ha vuelto a traer、eh, Zack Snyder a Larry Fong, que ha sido el director de fotografía habitual que ha tenido en. Tanto en 300 como en Watchmen, y creo que se nota, a pesar de la oscuridad de toda la, de toda la película, creo que tiene más colores. Vemos a un Superman con unos colores más nítidos y, y lo vemos todo más claro. En cambio, eso en El hombre de acero lo veíamos todo mucho más apagado, mucho más、eh, gris, y creo que el cambio de, de, de tonalidad de, en, en este caso. Viene mejor a, un, a una película ambientada en un mundo de, de superhéroes. Bueno, yo estoy en general bastante de acuerdo en este aspecto con vosotros. ¿eh? Yo no, en estos sentidos, por ejemplo, sí que no tengo prácticamente ninguna pega. Sobre todo coincido contigo, Antonio, porque lo de Doomsday me parece también quizá lo más preocupante a la hora de, de seguir los efectos digitales y demás, y también lo más sangrante en cuanto a que no es un personaje que le hayan dado una película individual, que es lo que deberían haber hecho. Eh, sí, que es verdad que, por ejemplo, el diseño de vestuario. Yo tenía bastantes dudas con cómo se iba a ver el traje de Batman en pantalla. Me ha parecido que está francamente bien. Y en ese sentido también hay que alabarlo, ¿no?、Eh, todo el tono de la película en cuanto al color también me parece bastante apropiado, ya que quieren desmarcarse mucho de toda la luminosidad y el color más cálido de, de Marvel, con, con este tono pues, más serio en general de, que siguen estos DDC. Y, y sin embargo. Paco, lo siento, pero tengo que, que salir aquí con otra cosilla, tío.、Eh, es cierto, lo que dices es que se ve mucho mejor una coreografía, como pueden ser pues, los combates que tiene Batman, que lo que puede ser todo lo que se ve con Superman, precisamente porque es efecto digital. Pero vamos a ver: si hemos estado viendo también a los Vengadores, que son prácticamente todos efectos digitales con peleas espectaculares. Y con un tono de color que yo creo que favorece un poco. En esta película favorecería un poco más que todo lo digital、eh, quedara más velado. O sea, no confundamos aquí, ¿no? Que, que el, el hecho de que sean efectos digitales no, quiere, no significa que tengas que exponer una batalla que no está del todo bien o que no se ve del todo bien. Porque ya hemos visto batallas que se pueden hacer perfectamente. Pero yo no creo que la batalla con efectos digitales esté mal. Simplemente digo. Que normalmente siempre nos, nos llama más la atención, al igual que en Los Vengadores, nos damos cuenta que está, siendo, que está siendo digital. En cambio, lo de Batman lo vemos mucho mejor porque es realmente lo que está pasando. En ningún momento digo que, que, que sea malo. Yo, bueno, tú lo has dicho, no creo que, que visualmente tenga ningún reproche demasiado grande. Bueno, ya antes de meternos con el reparto y ya finalizando un poquito nuestro repaso por las labores técnicas, sí que me gustaría que habláramos sobre esa banda sonora. La banda sonora de Hans Zimmer, Hans Zimmer y de Yankee XL.、Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama este hombre?、Eh, nunca me acuerdo. ¿Helkenborg、no、sé Tom h o l k e n b o r g Vale, lo, lo de Yankee XL mola mucho porque no se queda con eso. Es un obra de superhéroe. Bien,、eh, vamos allá con, con el tema de la música. Yo debo decir que. No me gusta, no me gusta escuchar las bandas sonoras. Y esta banda sonora ya estaba disponible antes del a estreno de la película. Pero no me gusta、eh, escuchar una banda sonora completamente descontextualizada. a n n u c Nunca me ha gustado. Y de hecho, muchas veces yo he escuchado bandas sonoras en este plan. Y no me han gustado. Luego voy a ver la película y entonces me gusta. Con lo cual, sí que necesito la contextualización de las imágenes para. Que la música me evoque esos recuerdos, ¿de acuerdo?、Mm, hoy, esta tarde, ya me he estado haciendo un segundo repaso por, por esta banda sonora y ahora tengo una mejor opinión, después de haber visto la película. Pero en estos días anteriores había estado escuchándola y me daba bastante igual.、Eh, lo que pasa es que sí, creo, creo que es una banda sonora en la que, a diferencia de, por ejemplo, Batman b e g i n s que había estaba e n s t r e a m i n g con. n g r e g s o n Williams podría ser? Estoy tirando de memoria ahora mismo. Sí, me p a r e c e que sí. sí. Yo no sabía identificar cuándo empezaba uno, cuándo terminaba y tal. Aquí se sabe bien claro cuándo entra Yankee Excel. Y cuándo es Zimmer el que tiene la batuta, nunca mejor dicho. Con lo cual, ¿qué tenéis que decir? Porque a mí ahora ya me ha gustado un poquito más. Tengo.、Eh, lo, lo único que, que me saca bastante y odio verdaderamente esas partes son las, los momentos guitarreros con Wonder Woman. Las apariciones de Wonder Woman con ese momento. Chan, chan, chan, emoción. O sea, pff, me. Me, me provocan bastante risa. Aunque, como、eh, apertura ¿no? de una sección de un programa así de radio, pues está muy bien, pero、eh, en la película no me gustó y ahora, escuchándolo,、mmm, destruido me deja. Jaime Angulo. Es que tiene el problema, precisamente, eso que dices de que a mí no, no resulta demasiado chirriante precisamente para lo que intentan contarte. O sea, es un contraste tan grande que me habría parecido bien en. en... Casi cualquier otra situación, pero es un contraste tan grande con todo lo que has estado escuchando, que en ese momento tan concreto, sobre todo de la película con el combate final y demás, que te deja como diciendo, hostia, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, no, no, no se sabe, el, el oído yo creo que no reacciona del todo bien a un cambio tan grande en toda la, la melodía que has estado escuchando durante la película. Pero bueno, en fin, en, a mí, fíjate, me parecía muy bien que、mmm, hicieran esto de que hubiera dos, actor, dos autores, Hans Timmer y el Yankee XL este. Porque estaba bien la idea de, de que cada uno de ellos, digamos, compusieran una, una banda sonora para cada uno de los personajes. Además, esto favorece que toda la banda sonora que compuso Zimmer en su momento para Nombre de Cero se mantenga. Y ayuda muy bien, en mi opinión, a que Superman se quede ya con un nuevo tema, ¿vale? Un nuevo tema que nos haga olvidar el clásico de John Williams. Dicho lo cual, el trabajo de este Yankee XL, aparte de que se nota. Si lo que pretendían era que le pusiera un tema reconocible a este nuevo Batman, yo creo que obviamente aquí ha fallado. Porque, igual que reconozco perfectamente todos los tonos relacionados con el tema de, del hombre de acero, y salí, por ejemplo, ya en su momento del hombre de acero, trareando algunas canciones, en este caso, por ejemplo, no, no, no me pasa lo mismo con Batman. Cosa que yo esperaba, que. que o sea, que casi. Le exigía de alguna forma, deseaba que me hicieran olvidarme de, de todo lo de Hard s t i e m e r precisamente e l Caballero Oscuro, para poder tener una nueva banda sonora para este nuevo Caballero Oscuro. Pero bueno, supongo que es una asignatura que queda pendiente para la película de Affleck en solitario, no, no, no estoy seguro. En, pero por todo lo demás, bueno, la banda sonora me ha parecido bien. Sí, a ver,、eh, lo que tú dices es、eh, eh, correcto. A mí el, el, pro, el gran problema que tiene esta banda sonora es sobre todo todo lo que tiene que ver con, con Batman, que aunque sí que intenta, intenta meterle un leitmotiv, porque、eh, es, está muy marcado los tres golpes así graves en, en la música cuando aparece Batman. Pero claro, es que venimos también de, de no solo una banda sonora muy buena. la trilogía del Caballero Oscuro, de, de, es, escrita por el propio Zimmer, sino que también la que se escribió en los 90 para, de Elfman, también es muy reconocible. Hacer algo nuevo y que también sea reconocible lo veo bastante complicado. Por lo demás, yo creo que, que, por, que, que no desentona en, en la película, que no se te queda, pero creo que como música que ambienta la película está bien. Yo, por ejemplo, sí que me gusta el, el guitarreo este que se hace con Wonder Woman.、Mm, me parece que, que le da mucha fuerza a ese, a, esa, a ese momento. Me llega a poner los, los pelos de punta, pero claro. Eso ya es cuestión de gusto, ya no puedo. No sé si, si soy el único al que le pasa o si realmente.、Eh, de los que estamos aquí,、encaja. sí. De, de los que estamos aquí, eres el único, sí. Bueno, bueno. Pero bueno, habrá Pero muchos bueno. oyentes que estén de acuerdo contigo. No, me parece que es algo innovador porque no, no se suele hacer en este tipo de, de películas algo、mm. tan, tan fuerte en ese, en ese momento. Y eso, y a mí. A mí es que, por ejemplo, la banda sonora del de, de, de Hombre de Acero me pareció muy buena en su momento y que hayan mantenido los temas principales me parece todo un acierto. Así que poco más puedo añadir de, de la banda sonora. Bueno, nos vamos a meter con el reparto y a la vez que vamos nombrando a los actores y vamos. Juzgando su interpretación, vamos a hablar de la traslación de su personaje. de Si nos ha gustado el personaje en sí y así en plan conceptual dentro de la película. Sin, sin meternos en tramas, aunque en algún momento, pues quizá tengamos que mencionar algún detalle concreto. Empezamos con Ben Affleck.、Eh... El callabocas. Como yo le decía ayer, es el mejor callabocas de, del último lustro. O sea, na nadie. O sea, fíjate la de gente aquí. Simple, de todos modos, vamos a ver. Y además, nosotros hablamos sobre ese tema. Recuerdo que fue el primer programa de la cuarta temporada. Hacíamos un dossier Kikash, los cómics, las películas. Y después hablamos sobre la noticia que en aquellos momentos acababa de. Estaba en las redes sociales haciendo estallar las cuentas de todos los frikis del mundo. Muy pocos, muy pocos creían en él firmemente. A nosotros nos generó dudas. De hecho, nosotros. Fuimos muy prudentes, fuimos muy cautos, pero no le troleamos y desde luego confiábamos en que quizá lo hiciera. Porque el, el principal argumento que teníamos en que es que este Ben Affleck, o sea, vamos a ver si no s vamos mentalizando ya, este Ben Affleck no es el Ben Affleck de otros tiempos, ¿de acuerdo? Creo que para mí, en mi opinión, Ben Affleck se convierte en otro tío después de. De Town, Ciudad de Ladrones, a partir de ahí, para mí, Ben Affleck cambia por completo. Pero tanto interpretativamente como ya en su faceta de director, que nos demuestra que es un gran director. Posiblemente mejor director que actor. Pero ya a partir de ahí, y él sabiendo, sabiendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Porque es cierto que Ben Affleck no es un actor de cualquier registro. ¿De acuerdo? En este sentido, podemos darle a Tom Hardy, y ahora lo estamos comprobando, pues una. Increíble modalidad de, de papeles, le podemos ver en casi cualquier rol, no lo sé, pero le podemos ver interpretando personajes radicalmente opuestos entre sí, muy, muy, muy diferentes. En serio, demuestra que es un tío que tiene muchos registros. Ben Affleck no. Tiene un registro y medio, puede que un par, pero se le puede dar muy bien. O sea, no es un tío que valga para hacer grandes cosas, pero dentro de, de un tipo de personaje contenido, Y sin un exceso de expresividad, puede, puede, dar, puede tener muy buena presencia en pantalla. Y a mí con, con The Town,、eh, Ciudad de Ladrones, después con Argo, y bueno, ya lo que ha venido después, en perdida, a mí me gustó bastante. Y, y bueno, y ahora con Bruce Wayne Batman. Le teníamos un poquito de miedo en su día cuando se dijo que fue él, además estaba todavía, todavía caliente. Bueno, yo creo que eso no se nos va a olvidar en la vida por el shock traumático que nos causó a todos lo de la película de Daredevil. Entonces, v o l v e r l a a ver enfrascado en un personaje oscuro y tal. Pero bueno, creo que ha saldado muy bien las cuentas. Creo que lo mejor que podía hacer Ben Affle, c k e es pues, hacer su papel y ya está. Creo que es, para mí, ¿eh? el primer actor de todos los que hemos visto hasta ahora, que me convence totalmente como b r u c e Wayne y me convence totalmente como Batman. Le veo muy bien en ambos, en ambos registros. Me lo creo en ambos. Registros, p a l g a la redundancia. Pero es que es así, o sea, realmente es muy difícil. A mí, que e s Tambay me gustaba mucho, pero. Yo siempre he dicho que, que no, no es el auténtico Batman. Y tengo mis dudas acerca de si este es el auténtico Batman de los cómics. Yo sigo pensando que、eh, mi Batman, mi Batman de los cómics, lo que yo reconozco como el Batman auténtico, el de las viñetas, yo sigo sin v e r l o en pantalla. Pero esta es la mejor aproximación que hemos visto hasta la fecha. Me gusta más que ningún otro de los que hayamos visto. Que había algunos actores, por ejemplo, George Clooney fue una pena, porque yo sí que pensaba que podía ser una gran oportunidad de tener un buen Bruce Wayne y un buen Batman. Luego salió lo que salió. Pero bueno, creo que no fue culpa de George Clooney en absoluto. Pero aquí fíjate, Ben Affleck, pues creo que es el, el mejor Bruce Wayne y el mejor Batman que he visto hasta ahora, por lo menos en mi opinión. Cada cual tendrá su opinión, habrá quien prefiera todavía a Bale o a quien sea. Me parece estupendo. Para opiniones, cada uno que tenga la suya. A mí me ha encantado. Pero me ha encantado desde el principio de la película. Le he visto muy bien.、Eh, en cada instante, no me ha sacado en, en ningún momento de, de la película. Creo, creo que en eso estamos convencidos todos. ¿no? O sea, realmente aquí sí que hay consenso entre nosotros tres de que él e s lo mejor de la peli. Y creo que tanto el asunto del b a t Móvil, bastante más discretito a lo que. Habíamos visto en las películas de Nolan, incluso con unos airecillos próximos al b a t m ó v i l No sé si estaréis de acuerdo vosotros. Al b a t m ó v i l del videojuego Batman Arkham Knight, no es que sea igual, pero、mm. tiene un airecillo, recuerda un poquitín, lo cual me parece que es un acierto.、Eh, tanto con el Batman un poquito con su traje normal, digámoslo así, de, de día a día, de diario, como con la armadura para enfrentarse a Superman. Totalmente sacada de las viñetas de Frank Miller de、The、Dark Knight, me parece que es de chapó. Un trabajo estupendo por parte de los guionistas. Batman sí está muy bien escrito en este guión y creo que está muy bien llevado a la pantalla por Ben Affleck, muy bien dirigido por Zack Snyder. En este sentido, muy cuidado, Bruce Wayne Batman, posiblemente uno de los personajes más queridos del mundo de los enmascarados y de las capas. Ahora bien, hay que aceptar que este es el Batman de este universo, el Batman que nos han querido traer. Y que tiene algunas cualidades especiales que le convierten en un justiciero, a lo mejor más próximo al Punisher que al Batman que hemos visto toda la vida, porque no tiene ningún problema en matar a quien se le ponga por medio. Y aquí es posible que alguien me discuta de que es que no se ve que mate. Bueno, o sea, a lo mejor tú tienes muchísima, muchísima imaginación, pero yo lo que veo es que este tío se carga gente. Mm, o no hace ningún empeño. O sea, vamos a ver. El, el momento de las granadas es gracioso porque es en plan. Sé, o sea, sé porque soy Bruce Wayne, o sea, soy listo, tengo un cociente intelectual acojonante. Sé que te vas a comer la granada y que vas a volar.、Eh, hay un instante cuando en la persecución con el Bad Móvil sale un tío con una m e t e a d o r a Gatlin multitubo, empieza a disparar al Bad Móvil. Y Batman se carga el vehículo entero. Que A lo mejor el tío sobrevivió. Yo creo que le mata. Además, no tiene ningún problema en arrasar. Si sobrevivió, no quiero saber cómo estaba en el hospital. Pero donde ya no cabe ningún tipo de duda s cuando va con la Batwin, g con el, el Batala, como lo queramos llamar, y arrasa. Arrasa con los tíos que le están disparando desde los subs. O sea que, en serio, el que no quiere ver muertos es porque está viendo otra película. Pero este Batman. Mata y mucho, y no se carga Superman porque aparece Lois de repente. Que Lois, que sigo diciendo que、eh, si no sería rondador nocturno, esta chica siempre está en los lugares donde tiene que no sé, se teletransporta. De... Bueno, en fin, luego hablaremos de Lois, pero vamos, Ben Affleck, el callabocas, porque en fin, ahora a ver quién se mete con este tío. O sea, nos ha traído, es Dios ya para muchos.、Eh, muy bien por Bruce Wayne, muy bien por Batman, muy bien por su trasfondo, la forma que nos lo han contado. No tengo ningún problema con este tío. El único problema, quizá. Y tiene que ver con la ambientación de Batman. Es que no, hay, no sé dónde empieza Gotham y dónde acaba Metrópolis, porque veo las dos. Es más, no, me parece que no he visto Gotham en ningún momento, pero sí、si、la he visto porque pasaban cosas en Gotham, pero no, no he identificado la ciudad. Es quizá el único problemilla, aunque francamente en esta película, como hay tanto ruido en otras direcciones, el fijarte en ese pequeño detallito, como que tampoco es que sea muy necesario. Jaime Angulo, ¿tú qué me opinas? Ben Affleck, Bruce Wayne, Batman, cuéntame cosas. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho. Es decir, o s sea, este a e Ben Affleck no solamente es un callaboca, sino que ha demostrado que, bueno, como Batman, desde luego, tiene muchísimos enteros y es el Batman, hasta ahora, desde luego, Batman y Bruce Wayne, el dúo, lo, lo ha conseguido a la perfección. Me gusta muchísimo, sobre todo, temas como la intensidad que tienen las miradas. Resulta, en cierto modo, creo, bastante complicado demostrar tanto. Siendo un actor con tan pocos registros, con tan pocas miradas como lanza, como en el momento en que empieza la película, digamos, y está, y está mirando hacia Superman y Zod cuando están combatiendo, como se nota que el tío tiene ahí una contención y unas ganas de decir: Mira, estos dos, bueno, no voy a decir la palabra, pero estos dos alienígenas que tendríamos que cargarnos los o z o p a n o s a los dos,、eh, está muy bien cómo lo hace. Creo realmente que toda la interpretación que ha llevado en torno a Batman y toda la preparación de personaje no ha debido de ser por necesidad tan sesuda y tan cerebral como todas las que hace Bale, que ya sabemos que es un tío que si es algo es maniático y obsesivo. Yo creo que aquí la mejor parte que tiene Affleck es que es, yo creo que es prácticamente un friki de bandera el tío. Quizá no, no se ha significado tanto en este sentido como ha podido hacerlo Ryan Reynolds, que desde siempre nos ha dicho que es un fricazo de cuidado. Pero este lo es. Ya sabemos que es colega de Kevin Smith de toda la vida. Pues ha sido también un porreta. Sin leer comics, que si l e e r cómics, que si no sé qué. Bueno, es un tío que te, te puede caer más simpático o no. O, o menos. Pero yo creo que es indudable que tiene una, un cierto, una cierta vena friki, ¿no? Y yo creo que eso le ha ayudado también a la hora de interpretar al personaje. Porque se ha metido muy bien en el papel. Lo ha asumido con mucha naturalidad. Y le veo mucho más resuelto en ambos papeles de lo que pude ver en cualquier momento a, a, a Bale. Lo cual,、eh, sin duda, es un acierto. Brutal. Ya también, por ejemplo, mencionar cosas como cosas que se enseña, enseñan en la película, pero que también forman parte de la rutina del actor para convertirse en el personaje, como, como es el, el entrenamiento de Batman, ¿no? Se ha puesto, hecho una verdadera bestia. O sea, ya directamente cuando empieza la película y le ves en el traje, dices, pero por favor, si estoy. Temiendo por ese traje y por la gente que está alrededor, porque es que, los trajes pare... como salten. Es que parecía, porque no habíamos visto fotos del d e s c a m i s a d o ni nada, pero parecía que realmente el traje tenía truco. Claro, a lo mejor algo de truco tiene, no lo sé. Pero pensábamos que casi, bueno, <risa>、eh, la mayor parte de la musculatura ya, ya la aportaba el traje, ¿no? Pero es que aquí le vemos. En no, fin, no. Y, y está claro que se ha puesto muy, muy, muy grande. Está, sí, sí, sí. Y, y fíjate en el entrenamiento, que, que es, por cierto, un entrenamiento que me parece chulísimo para Batman. Así con esto de pegar martillazos al, al neumático, arrastrarlo, las dominadas que hace el tío. Joder, la verdad es que es una barbaridad como, como lo presentan todo esto. ¿no? Mira, de,、eh, quizá el único problemilla que tengo con Batman, y se lo justifico, ¿eh? para bien, es el tema de la b a z c u e v a Porque,、mmm, desde luego, no es una b a z c u e v a que me recuerde mucho a la de los cómics en general, porque no me parece una cueva. Pero, pero esto entiendo que es que no es la Batcueva, digamos, per se, ¿no? Porque、eh, la mansión que vemos en ruinas es obvio que es la mansión Wayne. No sabemos exactamente qué ha pasado ahí, pero es la mansión Wayne y la Batcueva original está debajo de la mansión Wayne. Entonces yo entiendo que esto pues, es como el, el, la que vimos en El Caballero Oscuro de Nolan, ¿no? Que es una, un spin-off de la Batcueva real. Con lo cual, pues bueno, lo, lo, lo justifico perfectamente, digamos. Y también q u i e decir, pues. Eh, en pantalla, este Batman tiene movimientos que a mí me parecen. Ya los vi en los trailers, ¿no? pero me, me, me parece que son como directamente sacado s de las viñetas y me fascinan. Como es el caso en el combate contra Doomsday, que el tío, claro, pues se ve que se le viene ese bichajo de lleno, escapa con el gancho, se pega como a una gárgola y vuelve a lanzar el gancho para volver a escapar justo antes de que le dé el rayo.、Eh, Todas e s a serie de movimientos me parecen tan comiqueras. Que es que, por, por, vamos, de todas, todas, venden a este Batman.、Mm. Lo venden para bien, claro.、Mm. Bueno, como estamos viendo y para que el oyente vea, que, que aquí en lo de hacemos las cosas así. Incluso los que han venido aquí más descontentos que contentos también ven las cosas positivas y esperemos que también los que están contentos、pues、vean las cosas negativas. O sea, así somos nosotros.、Eh, no podemos esperar más, tenemos que dar ya. Eh, tenemos que volver a recibir a Antonio Manfort. Ya habíamos dicho que l o habíamos estado perdiendo porque ha ido pues eso a, a imponer justicia a otros a otros p o d c a s t o y o no sé qué está haciendo. Pero bueno, ya te hemos recuperado, Antonio Manfort. Vuelves a estar aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo.、Eh, encantado de estar aquí. Estaba yo por ahí haciendo el indio、eh, Justicia a la justa. Muy bien.、Eh, llegas ya con. Bueno, ya hemos hablado de las labores de dirección, de fotografía y demás. No quisiera ir marcha atrás otra vez y volver a dar todos. Pero bueno,、eh, sí, que me gustaría, sí que me gustaría situarte. Entonces, tú sales del cine, ves、mm -hmm. la película, y ¿cuáles y son tus sensaciones? Hombre, pues mira,、eh, la sensación general que con la que yo salí de la película fue de, de decepción profunda. De decepción profunda. Eh, básicamente porque yo esperaba, esperaba mucho de la película.、Eh, a ver, es obvio para cualquiera que me conozca que para mí el universo de C es importante, Superman es importante, Batman también. Son personajes que quiero mucho, que, que son importantes para mí en definitiva, y por tanto quiero lo mejor para ellos. Y esta película,、eh, en muchos sentidos, no había sido todo lo buena que podría haber sido, quizá s debería haber sido. Y comete algunos errores verdaderamente de bulto. Algunos、eh, los dejaría en, en el terreno de mi propia percepción personal, es decir, que son cosas subjetivas. Otros me parecen que son errores desde el punto de vista más objetivo, casi todo lo que tiene que ver con el guión. Y por tanto, la sensación mayor al salir del cine、eh, fue básicamente de decepción. Ojo, la película tiene muchas cosas buenas. Eh, muchísimas, tiene muchos elementos positivos, tiene una presentación de, visual, digamos, de los personajes, de, de, prácticamente de lo que es el mundo DC. Realmente es, es muy potente visualmente y una puesta en escena muy impresionante. Pero a mí、mmm, me, gustan, me gusta contar historias, me gusta leer buenas historias y cuando el guión hace aguas en una película, para mí se cae todo. ¿no? Y a esta película le pasa un poquito eso. Bueno, pues. Pero me imagino que habrá cositas que te habrán gustado. O sea... Sí, sí, sí. A ver, evidentemente hay cosas que me, han, que me han gustado. Es una película donde aparecen Superman, Batman, Wonder Woman y otros personajes del universo DC. Solo por eso pues, ya tiene mi atención como mínimo y garantías de que la voy a ver muchas veces y de que le voy a prestar mucha atención, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que, que efectivamente me han gustado. Oí a Jaime hablar de, de Batman. Y efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que comentabas.、Eh, Bruce Wayne,、eh, o sea, perdón, Ben Affleck, creo que está tremendo, creo que hace una interpretación tremenda de, de Bruce Wayne.、Eh, creo que además es el personaje que quizá, quizá. Ha tratado mejor el guión, por lo cual también se ha podido lucir más en ese aspecto. Quizá he visto demasiado a Bruce Wayne y demasiado poco a Batman, h echo de menos un poquito más de escenas de Batman, pero lo cierto es que las escenas de Batman per se, las escenas de lucha, las escenas,、eh, digamos, de los, de los ataques de Batman, prácticamente siempre son absolutamente espectaculares. Y como decía Jaime también, pues es un Batman absolutamente comiquero, es un Batman realmente sacado de las viñetas, con una presencia imponente y visual terrible. Su química con Alfred y el Alfred de Jerry Irons en general es una maravilla y es una auténtica gozada en, en la película. Y me parece absolutamente fantástica esa parte de, esa parte de la película.、Eh, Henry Cavill, como Superman,、eh, creo que es un. Bueno, antes, un buen... vamos, a, vamos a ver.、Eh, ahora vamos con Henry Cavill. Que、vale. Vamos a ir paso a paso, que Paco Garrido aún no ha dicho nada. ¿Tienes algún problema, Antonio,、mm. con el hecho de que Batman no es que mate, sino que descuartiza que los volatiliza? Tengo muchísimos problemas con eso. Tengo muchísimos problemas con eso. De hecho,、eh, me preguntabas lo que me ha gustado y por eso no te estaba diciendo ese t tipo de cosas. Pero no me ha gustado nada, pero nada ver un Batman que volatiliza gente así porque sí.、Eh, un Batmóvil armado hasta los dientes con material de guerra de, de primera línea. No me ha entusiasmado nada ver eso. Tampoco me ha entusiasmado ver un Bruce Wayne, como digo, muy bien interpretado. Ojo, no estoy diciendo eso, pero prácticamente al borde del desequilibrio psicológico. O sea,、eh, un Bruce Wayne hasta incluso manipulable de, de, de, de, de lo s borderline que llega a ser en algunos momentos por lo, los traumas que acumula por una razón o por otra. Hay muchas cosas también de Batman que no, que no me han gustado. Paco Barrido. Bueno, la, ver la verdad es que no, no tengo mucho más que añadir a lo que habéis dicho ya sobre, sobre este personaje. Es el, como tú has dicho, Runa,、eh, es la primera vez que siento que he visto a Bruce Wayne y a Batman en el cine. Y, y es impopular, porque mucha gente alaba a Christian Bale, pero yo siempre me quedé con ganas de algo más de Batman, de,、ah, del Batman、ah, de, ojo, de Christian Bale. A mí, Christian Bale me encanta, ¿eh? Y e s e Batman sí. me gustó, pero es el Batman de Nolan. Siempre lo he dicho, es el Batman de Nolan. Me gusta, mucho, me gusta mucho, pero no es mi Batman de los cómics. Ya está, que es que muy fácil de entender esto. Pero no estamos dándole palos a Bail. Pues dijisteis de... No, o sea, que no estamos dándole palos a b a l e Lo único que a mí este Batman me gusta más. Ya está, no hay más. Además, suscribo palabra por palabra lo que dices. Bueno, ahora, como, como tú has, te hemos dejado para el final, pues ahora empieza tú hablando de Henry Cavill y Superman. Vale.、Eh, Henry Cavill, a mí desde el momento en que eligieron a este personaje como Superman, me convenció, sobre todo físicamente. Creo que en esta película tiene menos, menos momentos para el lucimiento. Creo que está más desaprovechado. Pero al contrario de lo que le pasa, por ejemplo, a, a Jaime, con el que he podido hablar,、eh, a mí sí que me convence este, este Superman como un. Superman realista que, que, que, que le pasan cosas, que, que hace todo lo que puede porque, por ayudar al prójimo y en cambio está siempre cuestionado. Y, y yo, yo de verdad entiendo su, su, su malestar interior. Es, a todos nos ha pasado esto de que hacen las cosas bien, hacen las cosas bien, pero que no, no reciben ningún tipo de recompensa. Es cierto que le veo algún problemilla porque. En ciertos momentos,、eh, y creo que eso es un poco parte de la evolución que, que, que nos quiere mostrar el personaje,、eh, le veo demasiado egoísta, le veo que va a salvar a quien tiene que salvar y no a todo el mundo. Pero, pero claro, es, es que todavía、eh, es un Superman primerizo y creo que, que, que le vemos evolucionar a lo largo de la película. A mí me gusta, a mí me gusta, y, y no lo digo porque me guste el personaje ni nada, sino porque realmente me ha convencido ese aspecto.、Eh, la escena, ya hablaremos adelante, pero la escena del Capitolio con él rodeado en llamas y, y mirando al suelo me parece descorazonadora, porque yo realmente empatizo con, con el personaje. Y Henry Cavill, lo que he dicho antes,、eh, creo que no tiene tanto tiempo para el lucimiento. Como, como debería. Aunque, por ejemplo,、eh, creo que tiene muy buena química con Lois. Y, y eso me gusta. No sé.、Eh, creo que está correcto. Está correcto. Pues yo discrepo con eso de la química con Lois. ¿eh? Pero bueno,、eh, son. Aquí ya me imagino que va un poquito en función ¿no? de, de lo que cada espectador quiera ver. Pero vamos, yo la escena esta de la bañera, aunque es, es, se me ha n c u r r a d o ¿eh? Para, para que Amy Adams esté casi a punto de. De, de, mostrar sí, sí, más de lo, lo que me... debería y, y no. Bueno, prometedor, pero... eso era prometedor. <risa> pero el momento en el que se mete vestido en la mañana y tal, aunque queda muy bien y está muy bien, Vale, me parece estupendo, pero no me los creo. Son dos actores, veo a, a dos personas interpretando un papel, no, no me los creo. No, yo no veo química entre ellos, en serio, ¿eh? francamente. Pero bueno, ahí Paco sí, yo no. Bueno, ya está, pues esto es como todo. Mmm. Yo, bueno, ahora os pregunto. Venga, vamos a, quiero hacer un sondeo aquí de todos y a ver, venga,、eh, Jamie. Bueno, la primera pega que tiene Superman en esta película es fundamentalmente. Yo creo que de nuevo es de guión, ¿no? El guión le maltrata, creo que manifiestamente. Yo no sé si será porque este guionista Terrio es precisamente amigote de Ben Affleck y ha dicho: Pues a mi amigo le pongo las mejores partes. Pero creo que aquí el guión, desde luego, no le hace ningún beneficio a Cabil. Que por otra parte, como Superman, desde luego es un Superman que a mí me resulta completamente convincente. Físicamente, desde luego, da el papel, pero vamos, de largo. Su interpretación, sobre todo como Superman, me parece muy correcta. Creo que es un Superman que, bueno, dentro del de,、mm, propio registro de Cabil, que aun con, aunque parezca raro, yo creo que sí que en parte lo tiene. Más, más registros, quiero decir.、Mm, sin embargo, con todo esto dicho, la. La parte de Clark Kent, por ejemplo, me falla mucho. Todo lo que está relacionado con Clark Kent. Que.、Mmm, mira, también voy a tener más cintura con esto, ¿vale? Y voy a entender que esta versión de Superman, de este universo de DC, no es el Superman de siempre. El Superman de siempre, digamos, es más Clark Kent que descubre que, bueno, pues que puede ser Superman, ¿no? Porque descubre sus poderes, que es de otro mundo, pero sobre todo, ante todo, es Clark Kent. Este Superman es. Superman es el k r i p t o n i a n o con una educación de la tierra. Y entonces el conflicto siempre va a estar ahí, pero, pero está muy bien como idea toda esta, toda esta lucha que le ponen del descastado, del que no se siente en su lugar, que intenta hacer las cosas. Hay una frase muy significativa, ¿no? Que es、eh, algo así como: Estoy haciendo lo que mi padre hizo de mí. Es como: Él está intentando ser el hombre que, que Jonathan Kent quiso que fuera. Casi como, como si fuera su producto. Y él, en cambio, como que tiene una tendencia diferente. Esas ideas me parecen bien. Sin embargo, como ya digo, pues el guión, si le es muy poco favorable, todo lo demás se va un poco por el, por el desagüe. ¿Qué más? q u é más? Cosas que me parecen bien de este Superman.、Eh, un poco relacionado con lo que acabo de decir, que no es un Superman, pla un Superman plano. Y luego, por ejemplo, fíjate, os puede parecer una g i l i p o l l e z o un comentario un poco raro, pero me parece muy humanizador dentro de una película. Ver a un tío con pelambre en el pecho. Y a este tío no le depilan.、Hmm. Lo, y, y eso, joder le, da, joder, le da bastante humanidad. Estás aunque, viendo un tío aunque, que efectivamente. Sí, sí, sí, esto está muy bien, pero no mola ni un pelo ver cómo asoma los pelillos por encima te lo de la decir, S. Te lo sea, iba sea, decir, por e c i m a del traje. Está muy bien que tenga pelambre, macho, al menos recórtale la coronilla porque estás viéndole el traje. Cuando le ponen un plano corto, ¿no? Y se le ve a partir de los hombros. Y dices, mierda, no puedo apartar los, los ojos de, de los alambres que le salen de ahí. <risa> <risa> ese, es, ese es el problema que tengo. O sea, que una de c a l y una de arena. Pero bueno, creo que por lo demás, pues ya, ya he dicho. Es que esta película、mmm, trata fatal a Superman. Y es, es una verdadera lástima, porque tenemos un Superman francamente bueno.、Yo、pero estoy,、eh, lo trata mal. Yo estoy prácticamente de acuerdo contigo. Yo、de todas formas, te lo decía Paco antes de entrar en la, en la película, después de que salíamos de la proyección, lo vi confirmado. O sea que yo creo que aquí los, los guionistas toman partido y quieren que un personaje muere tanto que el otro pues queda deslucido, queda no exactamente desdibujado, pero se lleva la peor parte. Le toca bailar con la más fea. Además, me, me fastidia porque es posiblemente.、Eh, pues、no es un personaje al que cualquiera que llegue le vapulea, pero es que a este tío le da a todo el mundo. Pero todo el mundo, ¿eh? es que no hay ninguno que decida darle, que no le dé, pero bien, y le funden. O sea, hasta el puto niñato ahí en la azotea. O sea, que por otra parte. Luego iremos. Cuando hablemos de la película, hablemos un poquito de todo, pero francamente. O sea, acabas de, acabas de secuestrar a mi, a mi madre. Y te vas a ir de rositas en el helicóptero. No te vas en el helicóptero. Tú no te vas. A lo mejor no te mato porque soy Superman. Y no te puedo matar porque la matan a ella. Pero tú no te vas así. Te ríes en mi cara. Me meas. Me tocas el pelito. Y luego te vas en el helicóptero. No. Pero bueno. Y me fastidia. Me fastidia que este Superman se lleve la de todo el mundo. Y luego sale el feo al final de la película. Y, se la, y, y le arrea también. O sea, y es al único al que de verdad le da bien. Porque es un bicharraco muy poderoso, muy bestia, muy salvajado. Pero al único al que le arrea de verdad, en serio, ¿sabes? Porque a ella pff, le toca y encima se ríe. Aquí está todo espatarrana en el suelo y se descojona. Y Batman le esquiva casi todo. Entonces, el, que, el único que se lleva aquí. Y es que es un perdedor nato. Pues está toda la película recibiendo. No hay ningún instante épico, salvo el momento final. Pues claro, encima tendría. estaría bien, ¿no? Que, que no fuera el que rematara la, la cuestión. Pero no sé. Me, Me ha, me ha faltado mucho, mucho, mucho Superman. Y con esto ya me callo.、Eh, aunque Henry Cavill a mí me gusta, yo estoy de acuerdo con vosotros. Ahora te doy paso a Monfort. Pero, pero verdaderamente me ha faltado Superman. Yo he echado de menos a Superman. Y eso que yo soy más de Batman. Y、eh, me he quedado muy contento con Batman y todo lo que queráis. Pero oye, me ha, me ha dado pena, me ha dado pena. Porque esta película es partidista, es favoritista. Y aquí el que le ha tocado. En fin. Todo, ser el pupas del instante es Superman, que no es un personaje que vaya por ahí haciendo, siendo el pupa, ¿no? y llega aquí el que no tiene poderes y, y, me, y me funde, y llega el otro y me funde, y llega el otro y me funde. No sé, me ha parecido muy triste. Monfort. Yo estoy perfectamente de acuerdo con, con prácticamente todo lo que habéis dicho, tanto Angulo como, como tú. Yo tengo como dos toneladas y media de problemas con respecto a la presentación de Superman en esta película. O sea, me parece de las cosas que más me, me cabrean de esta película y de lo que menos me contenta con, con diferencia.、Eh, ahí entramos en la percepción subjetiva, ¿no? O sea, evidentemente a la gente que no le guste Superman o le dé más igual, probablemente no tendrá ese problema、eh, con la película. Me parece bien, cada uno ve las cosas como, como las ve. Yo, desde luego, como digo, tengo muchísimos problemas con, con ese Superman, básicamente es lo que habéis dicho. Creo que el guión le deja básicamente un papel de ser el McGuffin de la, de la historia, o sea, es el que desencadena la acción de los demás, los demás actúan como reacción、eh, hacia él, pero él prácticamente no existe como personaje, no existe. O sea, yo una de las cosas que le pedí a esta película, que necesitaba de esta película, era ver al personaje、eh, que había visto al final del, del Hombre de Acero. O sea, al final del Hombre de Acero, aquella había sido una película de construcción, el personaje que habíamos, digamos, encontrado, que habíamos llegado al final, justo al final de, de esa película, ese quería verlo aquí. Porque yo pensaba que ese sería el, el, el Superman, digamos,、eh, moderno. Definitivo, ¿no? la mezcla entre el Superman que debe ser, el personaje que, que conocemos, el personaje con todos sus rasgos, y una versión, evidentemente, moderna, actualizada, realista de ese, de ese personaje. ¿no? Eso es lo que yo quería ver en esta película y, desde luego, no lo he visto. O mejor dicho, he visto pequeños flashes de lo que podría ser ese Superman, pequeños momentos que, si esto hubiera sido un videoclip o hubiera sido pues, un t r á i l e r Pues son bonitos momentos para poner en un t r á i l e r o en un videoclip, pero desde luego no es un personaje que tenga una narrativa dentro de, de la película. Hay pequeños momentos de gloria, pequeños momentos de, de esplendor, muy pequeños, pero no creo que ni siquiera que Superman sea un, verdaderamente un personaje dentro de esta historia. Más aún, lo que tú decías también,、eh, realmente la representación de Superman en esta película no es nada épica, pero nada. Es un tío que efectivamente recibe por todas partes. Eh, en ningún momento, digamos, le debemos hacer algo verdaderamente glorioso, verdaderamente eh, épico, eh, propio de Superman. ¿no? A mí me parece estupendo、eh, el asunto de que, de que estemos en Superman realista, u n Superman moderno. Yo me apunto a todo eso, me encanta esa idea. Pero no quiero renunciar a que en una película de Superman veamos a Superman haciendo salvamentos, haciendo algo propiamente de Superman, intentando evitar que cosas malas ocurran, ser un poco esa pantalla de defensa entre la, la perdición, la desesperación y, y la realidad, de alguna manera.、Eh, y eso aquí no lo he visto. Eso aquí no lo he visto. Las, las escenas de salvamento son más、eh, imágenes que quedarían preciosas en un póster. Que no auténticas escenas de la película. No tengo ningún problema ni nunca lo he tenido con Henry Cavill. Me parece que hace lo que puede con los mimbres que le dan. Creo que es un tío que con un guión mejor podría haber dado un Clark k e n t y un Superman, muchísimo más complejo, muchísimo más profundo de lo que hemos tenido aquí. Y su representación física de Superman me parece espectacular. Espectacular. Me lo parecía en Man of Steel, me lo parece incluso más aquí, porque creo que los pequeños cambios en el traje lo han mejorado bastante incluso. Me parece un Superman maravilloso en ese sentido físico, pero es que no hay personaje, no hay Superman en esta, en esta película. Bueno, vamos a ir ahora un poquito más depresita con todos los que quedan, pero después de una pequeña pausa, i t porque llevamos una hora aquí grabando, y después de esa mínima pausa, regresamos y ya vamos a ir dándole un poquito más de vida a los personajes que quedan, actores, y nos metemos ya con la película. Música Salvando de la quema, el mini espacio donde se e s c u l p a r á de sus pecados a uno o varios reos condenados a la hoguera. Salvando de la quema, el perdón llega a la órbita de Endor. Muy buenas a todos, queridos oyentes. Soy Jaime Angulo y voy a salvar de la quema un pedazo de peliculón que ni siquiera a los más fans del personaje parece gustar demasiado, ni ha parecido gustarles nunca. No estoy hablando de otra película que Superman Returns o, Returns, o como queráis llamarla, pero supongo que os suena un poquito de qué película estoy hablando ahora mismo. Bueno, a los mandos de la película Brian Singer, si habéis escuchado todos el especial de la órbita de Endor de Superman, ya sabréis qué clase de problemas tuvo que afrontar y qué clase de retos le puso el estudio, pero yo no estoy aquí para eso. A mí, Brian Singer, francamente, me cae como una patada en los mismísimos y yo creo que prácticamente nada de lo que ha hecho me ha gustado. Y sin embargo, cogí esta película y quizá por no saber todavía por aquel entonces que era de Brian Singer, pues la disfruté mucho. Recuerdo perfectamente además que estaba en la playa en uno de estos DVDs que vendían los senegaleses y me la puse. Ahí en una calidad deplorable, y oye, me gustó tanto que me reconcilié con el personaje con el que llevaba enfadado muchos, pero que muchos años. De verdad, me decís que a nadie le gustó el Superman de Brandon Ruth. o Vale, que el traje podía parecer un pijama de los que me compraba mi madre cuando tenía c 4 años, pero tamaño monstruo. Pero era un Superman a lo tonto bastante decente, quizá un poco soso, pero vamos a afrontarlo. Superman. Se rige por unos códigos de conducta y unos patrones psicológicos que tampoco le permiten demasiado. Por cierto, una anécdota bastante curiosa es que le redujeron digitalmente el paquete, porque debía de ser una cosa aquello verdaderamente uf, escandalosa. La cuestión es que comentan, o comentaban, no sé ni siquiera dónde leí esto, y creo que no quiero ni acordarme. Pero al parecer tú estabas viendo a pantalla y lo único que podías hacer era bajar la vista para mirarle el paquetoncio a este tío. En fin, oye, enhorabuena, Brandon Ruz. Y tengo que dar un enorme aplauso a Kevin Spacey, que es un actor que siempre solventa bien sus papeles. Y en este caso, creo que hizo todo lo posible con el guión que había como para defender a un Lex Luthor que por fin no era un Lex Luthor idiota, como la mayoría de sus iteraciones en la gran pantalla. Y en fin, este es un tema que vamos probablemente a volver a ver en Batman contra Superman, pero no quiero adelantarme todavía a estos acontecimientos. Y puede que la trama no tuviera mucha consistencia. Puede que no tuviera especial chicha. Pero, ¿qué escenones nos deja esta película, por el amor de Dios? ¿Qué me decís del aterrizaje forzoso que lleva a cabo Superman con el avión accidentado? Como por ese es uno de los muchos ejemplos que se me ocurren. Pero cuando la ciudad de Metrópolis está a punto de explotar por todas partes y Superman tiene que ir de un lado a otro volando sin parar para detener todas aquellas catástrofes que están aquejando a la población civil, es que no es glorioso, es que no es un Superman verdaderamente superheroico. Vale, quizá le faltaban combates a esta película, no voy a decir que no. Quizá le faltaba más rock and roll como pasó con El Hombre de Acero, pero para eso ya tenemos El Hombre de Acero. El vuelo de esta película m e pareció súper satisfactorio. Y la banda sonora, por ejemplo, una banda sonora compuesta por John Ottman con clarísimas influencias de las bandas sonoras clásicas de John Williams. No, de verdad, no se os ponen los pelos de punta al comenzar la película con ese sol rojo a punto de explotar en Krypton a punto de colapsar y las palabras de y o r e l Viajarás muy lejos, mi pequeño Kalel. Ya solamente con eso, esta película merece la pena, por el amor de Dios. Si A mí se me ponen de verdad los pelos de punta, se me hace el culo Pepsi-Cola cada vez que me pongo ese comienzo, que son dos pequeños minutitos con el famosísimo discurso que podría recitar ahora mismo entero, pero no tengo suficiente tiempo, y con ese temazo de John Williams sonando de fondo. Pero más allá de eso, recuerdo momentazos de la película, como aquella en la que suena el tema Little Secrets: Power of the Sun, que es francamente épico. Épico es lo, que, lo único que se puede decir acerca de esa escena y de muchas otras escenas de esta película. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Superman tenga un hijo rubito y que además tenga poderes k r i p t o n i a n o s Pues intentad pasar de ello, intentad olvidaros, intentad ver simplemente esta película de Superman por escenitas, como por ejemplo también otras escenas que me viene n a la cabeza, es la, de, la del granero, cuando Superman descubre que puede volar. Cuando es un chiquillo, empieza a correr por el maizal a toda velocidad, salta y de repente cae encima del granero, atraviesa el techo y se queda a un palmo del suelo ya flotando. o Es que me encanta. No puedo evitarlo. Me encanta. Así que, de verdad, dadle una nueva oportunidad a Superman Returns, que es verdaderamente una experiencia disfrutable, siempre y cuando intentes perdonarle, con mucha mano izquierda, todos los pecadillos o pecadazos directamente que comete. Y con esto concluyo mi salvando de la quema de esta semana con una película que, francamente, no entiendo por qué, pero todo el mundo me había referido como insalvable. ¿Será que estoy intentando pisar la manguera al queridísimo compañero Albert PR17 en su salvado de películas, entre comillas, molestas? No lo sé, tengo que analizarlo. Un saludito. Seguimos aquí en la órbita, d a n d o estamos con b a t m a n v Superman Down of Justice. Vamos a ir un poquito más deprisa a partir de ahora. Amy Adams Lois. Es más, ahora deberíamos ir tan r á p i d o como Superman. Yo、eh, tengo esperanzas t tengo esperanzas en g o el s s p e en e r a a n z personaje de Lois porque hay una ensoñación. Luego hablamos de las ensoñaciones, me parece algo muy curioso. Llama de las ensoñaciones, estamos viendo el futuro, ¿qué es esto? Porque estamos viendo el futuro, creo que vamos a tener Injustice o algo por el estilo, ¿no? Me, me sonaba a Injustice. Y el oírle decir a este Superman muy de injustice, al Batman preso, que, bueno, que le arrebataron lo único que, que, que quería, que obviamente es Lois, que es lo único que quiere, pues es como que me da esperanza, porque esto significa que Lois va a morir. Y yo es que tengo muchos problemas con Lois. Y los tenía en El hombre de acero, pero no tantos, quiero decir. Había. Eran problemillas. No, aquí son problemones. O sea, Lois. Después del momento bañera, podría haber desaparecido la película y a mí no me habría dado la sensación de que me falta algo, no me falta nada, me sobra Lois. Y Lois tiene los momentos más tronchantes de la película, son divertidísimos. El momento lanza, a... yo es que me descojono vivo, en plan, adiós, Lanza, eres mala, mala, la tiro al agua y luego, ups, ups, a por ella. Y luego, y, y luego le pasa de todo porque le pasa de todo. O sea, ni Carlos Sainz en los rallies. Tenía tan mala suerte como esta tía. O sea, es, es un problema constante. No hace nada más que joder la marrana. <risa> o sea, ¿para qué se tiene que ir Superman en ese momento que está enfrentando con Doomsday y están los otros dos, por e c i o s ahí, para salvar la otra? Nada más que. ¿No haber tirado la lanza allí? Copón, si es que son cosas de. de... Pero bueno, en fin. Yo con Emiadas. Eh, primero que nunca la he visto como. Aunque, aunque yo sigo. O sea, yo he tenido problemas con todas las Lois del mundo. O sea, no hay ni una sola Lois en acción real que me haya gustado. Ni una. Y esta, a lo mejor, es la que más me ha gustado. Pero porque lo que había antes es que yo le tenía una ojeriza impresionante. Pero aquí, Lois, es en esta película, me parece el despropósito. Segundo. El segundo despropósito más grande de la película. Y yo acabo ya.、Eh, ¿Comentarios por ahí? Bueno, yo la verdad es que,、eh, que básicamente tengo que estar de acuerdo contigo.、Eh, a mí creo, yo creo que Lois en, en Mano Festil、eh, cumplía, mejor o peor, pero cumplía un, un, un papel en el argumento h a c í a una evolución. O sea, realmente era necesaria para lo que estaban intentando contar. c o n t a d o con, digamos, mucha economía narrativa, etc. Pero bueno, a mí me gustó mucho la Lois de, de Mano Festil. Aquí exactamente es un poco lo que tú acabas de comentar. Eh, es un personaje que, si hubiera desaparecido, tú dices la escena de la bañera, yo creo incluso antes. O sea, si hubiera desaparecido, tampoco no habría pasado excesivamente gran cosa. La mayor parte de las cosas que hace podría haberlas hecho, por ejemplo, Clark Kent, y hubiera quedado la cosa como más rellena, como más. De personaje, ¿no? antes decía que no, que no aparecía Superman por ninguna parte. Bueno, pues si parte de esa pseudo investigación periodística lo hubiera hecho Clark en vez de, en vez de Lois, pues mira, algo habríamos sacado por ese, por ese lado. Y aparte de algunos momentos sonrojantes como el que tú comentas. ¿no? Así que, bueno, nada, ninguna queja con Amy Adams y muchas quejas con el, el guión de esta película. El, el, el principal problema que tiene este personaje. Porque efectivamente no se trata de un problema de actriz. Yo creo que, por lo que la he podido ver, es una actriz bastante solvente. En realidad, es una chica de más guapa, tiene buena presencia en cámara. Ningún problema con ella. El problema que tienen, y que en parte e m p e z a b a ya a pasar un poco con m a n o f s t e e l es que Lois es una necesidad. Es una cosa que tiene que estar en cualquier tema de Superman. Porque es el amor de su vida, y aquí, bueno, pues. Luego ya puedes meter que sí, gilipolleces de. Uh, en fin, de afaires f con Diana, o sea, con Wonder Woman y, y todo lo demás, pero lo que es incontestable es que Lois Lane tiene que estar en la vida de Superman antes o después. Por tanto, los guionistas necesitan meter a Lois, a Lois Lane. El problema viene cuando no saben qué coño hacer con ella, que es básicamente lo que parece que pasa en esta película. Es como, oye, tío, s que llevamos un buen rato sin sacar a Lois. Ah, joder, pues, pues, tío, haz que aparezca. Haz que Perry White, de pronto, que es un. Que es un rata, como hemos demostrado a lo largo de toda la película, le dé un helicóptero para que vaya a una cosa personal sin explicarle qué es. O sea, de, hazle cosas, haz que haga cosas. Que coja la lanza para que tal, que, que se ahogue, que, que la tiren. Es, es simplemente responde a una necesidad de eso, de hacer bulto y de ser Lois Lane y de aparecer ahí, pues porque tiene que aparecer. Entonces, cuando tienes un personaje que te somete. A tal tiranía y, y, y eres un, un guionista torpe, no puedo decirlo de otra manera, torpe, pues entonces conviertes a Lois Lane en lo que se ve en la película, que es un accesorio de Superman, pero un accesorio como podría ser un llavero, porque no hace otra cosa que, efectivamente, meterse en líos para que Superman vaya y la saque de los líos. Pues lo siento, no no puede ser una Lois Lane ni、que、creíble, sí, sí. ni.、Hmm. ni, ni Ni j o digna. e r n d i Además, esta que, que era un personaje, era una listilla, iba por ahí aquí crecidita. En esta peli va de picia en picia y tiro porque me toca. Y Superman detrás, barriendo, barriendo toda la mierda que, que la porrecilla deja.、Eh, ¿Algún comentario más o pasamos a otro? Sí, a ver. A mí, la primera parte de, del personaje, la primera parte de la película, toda la investigación, a, la, a diferencia de Monfort, sí que me gusta. Sí que me gusta porque. Creo que forma parte de, de, de, del plan de Luthor en todo momento, desde la primera escena ¿eh? en África. Está metida dentro de, de lo que es el, la trama que, que, que va a, a, a, a llevar al enfrentamiento entre los dos personajes. y Entiendo que, que quiera investigarlo, que quiera saber por qué, por qué está pasando esto. Pero es cierto que después, en la segunda parte, todo lo que tiene que ver con Lois Lane. A pesar de que cuando salva a Superman de ser ensartado no me dio g u s t a pero todo lo que tiene que ver con la lanza creo que es un error. Es un error, en,、eh, para empezar, es un error de concepción, porque creo que, que el enfrentamiento entre Superman y Doomsday tendría que haber acabado de otra forma, más similar a la del cómic, y siguiente, porque no tiene sentido. Mira, vi, la he visto tres veces, soy de aquí el que la ha visto más veces y no, no puedo sacarle nada positivo. Y, y es lo que me da rabia, porque creo que dentro del despropósito, con un par de detallitos, tal vez podríamos haberlo salvado. Por, pero no tiene sentido que vuelva otra vez a, a por la lanza, porque ella no sabe nada sobre Doomsday. No sabe nada, no sabe qué se puede matar con eso. Coño, que Alfred la llame por teléfono y por lo menos tenemos algo a lo que agarrarnos. Pero no, no, no, no, es imposible, es imposible.、Eh, aparte, a lo mejor, aparte de teletransportación, tiene telepatía. Paco, es que no, no pones de tu parte. Bueno,、pues、vamos a. Eso seguramente que, que sea la, la, la séptima miembro de la Liga de la Justicia, porque si no, no. No, no te extrañes. Bueno,、eh, pasamos de, de Málaga a Malagón. Y aquí es donde yo ya directamente. Me enfado. Jesse Eisenberg. Lex Luthor.、Mm, fíjate, fíjate que yo decía: Ojalá no sea tan odioso como en los trailers. Porque en los trailers, a mí no es que me pusiera nervioso, es que me daban paros cardíacos cada vez que aparecía. No, no, es peor. Es que no hay ni un puto instante en el que no me saque de quicio. O sea, me hace chirriar. O sea, yo he salido con los dientes desgastados de tanto apretarlos cuando salía. Y no me vengan aquí ahora, que ahora lo mismo ya he, he oído. Por ahí, gente que dice: La culpa es del doblador, vete a la mierda. La culpa es de, primero, de, de, del que haya tenido la idea, del concepto, de los guionistas por escribir este personaje tan brillante y tan maravilloso con estos planes estupendos y fantásticos, cuando es un gilipollas. O sea, no lo podemos llamar de otra forma.、Eh, en serio, prefiero a Jim Hagman. Haciendo gracias y haciendo el idiota y rodeándose de palurdos, antes que tener a este tío tan brillante y tan maravilloso y tan estupendo con esta actitud, me enferma, o sea, muy mal, me pongo muy mal, me pongo muy mal. Creo que ya ha dicho, o sea, más que suficiente, pero es que no puedo, no puedo seguir. Y, o sea, además, es que pasa de ser esa mente maravillosa, súper inteligente, soy más listo que nadie, a volverse loco al final de la peli. Es como, pero, pero tío, o sea. Es que no entiendo nada. Y aparte, no sé cuáles son sus motivaciones. O sea, ¿por qué hace todo lo que hace? ¡Ay, es que Superman vuela y, y yo no! O sea, es que son cosas de. Pero te ha hecho algo. Decías tú, Jaime, que me parece un locurón. O sea, cuando salimos del cine, tu teoría era que este tío se ha cabreado con Superman porque no le salvó cuando su padre le pegaba. Pero, pero, sí, yo creo que.、Es. Tronco, No t i es n e e Es n t i d o lo que la película te da a entender. Sí, sí, sí, es lo que d a a entender. Es que, una p Claro, o también que, que es un chaval que. Joder, pues que claro, pues que como. Hay un tío por ahí que lo puede todo y a mí no me salvaba cuando mi padre me pegaba. Ande, m e t e a la mierda. Sí, es una, Mira, es una motivación increíble. Pero sí, este, los, este es el motor que empuja a este personaje y monta toda la que monta, hace tantos sacrificios. Todo, o sea, la de Dios es Cristo, aunque lo de la silla de ruedas es previsible, como, como bueno, se ve de, de lejos、eh, el asunto, pero. Pero todo esto por esta motivación. O sea, realmente nos esforzamos tanto por escribir un Bruce Wayne coherente, por un tal, un b o s q t c u a l y luego nos, nos, nos tiramos a la piscina con, con esta parida que es tan endeble que, que se rompe a nada que lo mires así con el ceño fruncido. O sea, podemos ser así de presentar. O sea, realmente este guión lo f i r m a n un montón de gente y se dejan aquí millones de dólares、mmm, donde. Unas tramas son fuertes y son pilares robustos, y luego el malo de la p e l i el malo principal, resulta que es así de endeble y tiene unas motivaciones tan absurdas. Es que es, de esto, de hecho, es, que es una chorrada. Pero bueno, Paco, estás aquí para defender al Sluthor. Es más,、eh, si Jaime y Monfort vais a defender a este chico, estupendo. Si no, vamos a escuchar a Paco. Llevamos a Paco. A Paco, le, a Paco, además, tú, a ti te gusta, me dijiste ayer. Sí, sí, a mí,、eh, a mí me pareció que era una, una versión original. A ver, las mo motivaciones, dices que son flojas. Vale, son flojas si no viésemos que es un tío totalmente trastornado y megalomaníaco. Es un tío que quiere estar por encima de todos, que le molesta que haya gente más poderosa. Por eso podemos ver que está obsesionado con los metahumanos. Es un tío que、eh, realmente está traumatizado porque le daban caña cuando era niño.、Eh, es lógico que、eh, al ser poderoso, pero ver que no puede, no puede ser tan poderoso como otra gente que a lo mejor no lo ha buscado,、eh, realmente esté obsesionado.、Eh, a lo mejor soy yo que quiero ver más de lo que hay, pero a mí me parece que, que esa es realmente la motivación. Luego, el plan. El plan es un plan que está muy bien construido.、Eh, es un plan con varias capas, es un plan que, que manipula a dos de los seres más poderosos de, de, o más importantes de, de la Tierra. Y, Pero y... Si, si ese plan. Que, que, que Yo sí que creo que es un plan maestro. Ahora, que este personaje, entre comillas, sea el que me haya editado todo eso.、Mmm... No sé, es que me creo, me creo que a lo mejor era un plan de su padre o algo así que lo ten, y, y él lo ha sacado por ahí del disco duro. No lo sé, pero que no, o sea, no, no me parece creíble que este tío sea tan sumamente listo y luego tenga esa salida del tiesto con lo de Doomsday. q u Eso e no es un plan m a s t o eso es improviso. Me ha dado la neura de que la solución para matar a Superman, personaje al que odio, es crear un monstruo que c u a n d o acabe con Superman va a destruir a la humanidad. Vamos, eso no es la inteligente. Pero estas son cosas más.、Mm, yo, yo simplemente creo que, que. Porque además lo vemos al principio, cuando cree. O sea, la, al principio no.、Eh, en el momento en que sale de su caparazón Doomsday, él se cree que, que, es, que lo va a controlar. Que, que como es creación suya, que, que no le va a hacer nada. Y, y lo tiene que salvar el propio Superman de que, de que le reviente. n Así que es un Paco, tío que, que se cree por encima de, de, de todo lo demás y no lo está. Paco, suponía que ibas a decir precisamente eso. ¿Tú crees, ya que defiendes tanto el plan maestro, que como te dije ayer, en papel desde luego lo aguanta todo, un plan que diseña este plan maestro tan maravilloso, ¿dejaría al azar algo tan importante como crear el bicho que puede cargarse en la humanidad sin saber que puede controlarlo? ¿Tú crees que realmente podría hacer eso? ¿O lo haría un personaje así? Por, suponiendo que el personaje, digamos que tenga todas las virtudes que le defiendes, ¿realmente haría eso? Joder. No, bueno, y, es per que, y perdón, es que me. Es、no. que además, perdona Paco, solo una cosa, que es que, a ver, realmente、eh, este Luthor lo que crea a Doomsday casi a voleo. Es decir, él se mete a trastear con la tecnología k r i p t o n i a n a Y dice,、ah, vamos a probar, a ver qué sale, a ver qué sale aquí. ver é sale a q u O sea, realmente no, no sé hasta qué punto la creación de Doomsday es realmente un plan maestro. Es decir, voy a ligarla, me he encontrado con esto, voy probando, a ver qué es lo que me sale. Y, o sea, realmente yo no veo ni, ni que eso forme parte de un, de un plan maestro. Además, no decir, hombre, nosotros sabemos que va a crear a Doomsday, pero habida、eh, cuenta de la información que hay sobre la mesa y poniéndonos en la tesitura de estos personajes acorde con lo que les ha pasado hasta ese instante, lo suyo sería que la creación. que Saliera de esa especie de mar extraño, ¿no? Así, bueno, en fin, que el experimento que surgiera de ahí sería una especie de segundo general Zod, así con algunas cosillas de Luthor. Eso es lo que nos cabe pensar.、Sí. Que luego sale un bicho muy feo y, y horrible, bueno, eso él no lo podría prever de ninguna de las maneras.、Eh, y, y, ¿Y de qué te sirve matar a Superman si luego tienes al general Zod? ¿Cuál es la diferencia? Es un metahumano igual, o sea, le vas a odiar igual y tampoco estuvo ahí para. Salvarte de que tu padre te hostiara. Es que son cosas que. Son caprichos, son caprichos de los guionistas que hay momentos en los que, bueno, dicen, tenemos que meter aquí a este personaje, pues ya está. Pues, y lo、no? que me parece a mí muy, muy, muy, muy enervante es que, además, se trata, no solo se trata de, de, de, un, de digamos de un, un guion con fallos, sino que además es que es una colección de clichés, pero impresionante. O sea, una película que se ha pasado una hora y pico intentando venderme que esto es diferente, que tenemos un tono oscuro, que esto va muy en serio, que hemos construido un Bruce Wayne complejo psicológicamente, que Superman también tiene capas, etcétera, etcétera. Luego me vas a repasar todos los clichés del supervillano malo y típico. Todos. O sea, lo repasas todo, no te dejas ni uno fuera. El megalomaníaco, el odio injustificado hacia los, hacia los metahumanos en este caso, la creación injustificada de un monstruo porque sí, un monstruo que no puede controlar aunque él cree que sí. O sea, es que todos los clichés del manual de supervillano están puestos ahí. Y están puestos en una película que pretende decirte que no, que va de otro palo, que esto no es. Una película al uso, esto vamos a hacer algo para un público más adulto, un público más oscuro, no, no, vamos a apuntar más alto. Y en realidad me sales con esto. Es que eso me parece terrible, me parece terrible. Pero es que una cosita más, es que si, si ya de por sí todo esto es malo, es que todavía se cagan más, digamos, en el personaje con una cuestión que has mencionado, Antonio, y que yo interpreto de otra forma. Esto, quizás es un poco adelantarme, pero es que me parece que la película nos da todas las pistas para pensar lo siguiente. No es que al final se vuelva loco. Es que él sabe, y el cuadro nos lo dice, y la visión que tiene Batman nos lo dice, que Darkseid va a venir. Y entonces él está encantado con la idea de que Darkseid venga y mande a tomar por el saco absolutamente todo. Bueno, es que ese es, es un melón muy gordo.、Eh, es que pensá es que, que, que,、claro. que estamos hablando sin spoilers. Si hablamos con, con este tipo de cosas, spoilers, yo ahí tengo spoilers, un problemón. Muerta, muerta, muerta. Con spoilers a muerte, Monfort. v、vale, que... a l e guay. Puedo saberlo. Ahí tengo un problemón del 15, otro más, con, con, el problema, el, el, el, con el tema de Eisenberg. Si tú tienes esa especie de gran plan maestro,、eh, por absurdo que sea, y la motivación de tu personaje es todo ese odio de la infancia, tal y cual, luego al final, ¿por qué me lo presentas como esa especie de Renfield? De Darkside. e s justo eso, tío.、Sí. O sea, de pronto, al final de la película, descubrimos que en realidad ese maquiavélico s u p e r inteligente Lex Luthor, que por cierto, lo inteligente yo no lo veo por ninguna parte, es Renfield. Porque va a venir d a r k s e i d va a venir alguien tal. Ahora que me he cargado la última línea de defensa del mundo, ya está el menú preparado para que venga él y os cepille a todos. O sea, ¿de dónde te sacas eso? Es que es un velo muy gordo para dejarlo al final de la película. Me cambias al personaje de Luthor de arriba a abajo en la escena final. Y a mí no me vale que luego me vengas que el año que viene viene a la Liga de la Justicia y tal. Y cuando llegue la Liga, pues Dios dirá. Pero es que aquí me has dado la vuelta a un personaje para meterme otra historia que no viene a cuento. De hecho, la propia aparición del signo Omega y todas las referencias a Darkseid en los sueños de Bruce Wayne. Me sobran, pero me sobran un montón, porque es una cosa muy gorda para meterla sin justificación. Que Bruce Wayne tuviera traumas con, el, la, con la asolación de Metrópolis por el general z o d me parece perfecto. Los traumas de Bruce Wayne de, desde que es pequeño, venga, te lo compro también porque es Bruce Wayne, ya sabemos cómo está. Pero que me metas ahí dentro, por arte de Birly Birloque, las ensoñaciones de, de Apocalips. ¿Por qué? ¿Quién O sea, a es Bruce Wayne para saber de qué va Apocalips? ¿De qué viene? ¿Quién le está dando esas ensoñaciones? ¿A santo de qué él está soñando eso? Hombre, en teoría, eso tiene que ver con Flash y todo esto. Lo que pasa es que es una forma. No, no, no. Es que esa es otra. Es que es que esa otra. Point, se se cascan un Flashpoint así, pero además d e s c o n t e x t u a l i z a d o También que, puede ser un j u s t i c s O sea, es una mezcla t o t a o Pero、claro. bueno, se supone, se supone que esto es una semillita que ya se explorará en próximas películas. Quiero no, creer no, no, eso.、Claro. Ver, no es una semillita, es un huerto entero que han sembrado aquí. No Es una semillita, es un huerto entero. Lo de Thanos al final de Los Vengadores era una semilla. Esto es el huerto, esto es una plantación de algodón. O sea, es que hay 40 cosas aquí que están abiertas ahí a la venga. Ya vendrán futuras películas. Oye, mira, cuéntame una película que tenga su principio, su final, que te plantee su conflicto y lo cierre. Y luego me vas dejando esos finales abiertos, me vas dejando esas semillitas, esas pistas. Y ya vendrán. Por eso estamos en un universo cinematográfico. Pero un guión que me arranca un planteamiento. Que luego no me cierra ninguno de los planteamientos que hace, sino que va abriendo otras cosas para una hipotética película. Y aquí no me soluciona nada. Pero es que no me soluciona nada. O sea, la escena de Flash es un pegote, pero es un pegote, pero vamos, de aquí a Cuenca. De todos modos,、eh, bueno, ya nos estamos saliendo un poquito, pero bueno, a mí estas cosas, estas vías de servicio me gustan.、Eh, a mí, yo con eso no tengo ningún problema, ¿eh? debo decir. ¿eh? Es más. Todo el asunto de las ensoñaciones, que era un asunto que ya he dicho que deberíamos comentar después, pero bueno, hacemos así un pequeño tailor o n o lo, lo, lo comemos ahora, ¿por qué no? O sea, esto es un poquito orgánico.、Eh, a mí me han encantado. Además, es que me han gustado todas. Vale que nos ha, no nos han explicado muy bien de dónde surgen, esa, esa información de dónde viene, es una cosa cuántica así, de estas impredecibles que tenemos que、eh, dejarnos llevar porque son cuestiones adimensionales, de futuros paralelos. Bueno, vale. Me lo creo porque está bien contado. Y realmente lo que vemos en esas imágenes, a mí me gusta. Con lo cual, aunque quizá para mí no tenga mucha razón de ser porque no me lo han sabido explicar, pero confío que me lo expliquen algún día o no. Pero bueno, como me ha gustado lo que he visto, me parece bien.、Eh, prefiero que,、eh, que no me expliquen mucho, pero que me guste lo que me muestran, antes que aceptar una cosa que es muy. Realista y está, tiene una buena estructura argumental, pero que luego está contado fatal. Entonces, no sé, yo por lo menos en ese sentido no tengo ningún problema.、Eh, vamos a pasar. Vamos a pasar ahora, porque de Luthor ya pocas cositas se pueden decir. Vamos a pasar a, a la otra pata del banco. Solamente que, una cosa más, por venga, favor, venga. es que si no me quema, ¿vale? Vale.、Eh, mira, todos los que me criticaron en su momento del, del Dark Knight Rises. El tema de que es que Bane es una mierda porque resulta que todo era parte de Tal i Al a Ghul. Como ve a l g u n o de esos ahora poniendo el plan de l u c t o r bien y ese mal, tío, si es más pequeño que yo, le casco. Es que es la misma idea en el fondo, ¿eh? Exactamente, es que es, es exactamente eso. Es la eso. misma idea. Lo único, aquí, aquí está incluso peor reflejada que, que en r i s e s O sea, a mí en r i s e s hay muchísimas cosas que no me gustaron, pero ahí por lo menos te explicaban, o al menos te decían. Que la culpa era de, de Talía, y que Talía e s la que estaba ahí al final detrás de todo, y te decían: Mira, esta es. Te puede gustar como te lo han contado o no. A mí no me gustó mucho. Pero ese era el tema. Conflicto cerrado, punto cerrado para el guión. Se acabó, pasamos a otra cosa. Aquí no. Aquí no. Aquí con ese descubrimiento de la esencia Renfield que tiene el bueno de Luthor, no me has contado nada. ¿Quién le mete en la cabeza esas ensoñaciones a Bruce Wayne? Y si estamos hablando de un. Futuro donde va a venir Darkseid, que vale, que está bien, está ahí en el horizonte con la Liga de la Justicia, a mí me encanta Darkseid, muy bien. ¿Por qué me metes ese aviso de Flash avisando de que el problema es Superman? Y el problema para que Superman se vuelva malo es Lois Lane. Precisamente la Lois Lane, que en toda la película no tiene prácticamente ningún momento de peligro. O sea, en toda la película la que está en peligro es Marta, la secuestra Luthor, pero Lois prácticamente, o sea, No hay nada en la película que realmente amenace a Alois. O sea, pues, es que estás abriendo Alois la está amenazando sí, tío, cada partícula、si、es, del mundo, cada dos por tres. Claro, si es la, es la orugrita de los Simpsons, tío, la que se siente sí, pero、no、la amenaza, atraída、no. sexualmente por el fuego. Es verdad. Pero、no、la, se se pone ella solita en peligro, pero no la amenaza n a d i e O sea, no la amenaza Hombre, nadie. La, o sea, la, la película secu... no gira en torno、pero、a Monfort, la secuestran, la llevan en una azotea y luego la tiran. O sea, eso ella no tuvo culpa de nada. y、sí, bueno, Pero no es, no es parte del tema de la película, es decir, la que han secuestrado, la que a Superman le dicen: Mira, me, voy a, me la voy a cargar. O sea,、que、si, sí, sí. si o la película、no、te hubiera enti contado. Entiendo el punto a dónde quieres llegar, entiendo a dónde quieres llegar.、Hmm. Sí. Hostia, y además es, es otro problema también el tema de al final cuál es el verdadero mundo de Superman, porque es: No, no, el verdad, tu verdadero mundo es tu madre y por eso la ha secuestrado. Y luego le dice a ella: No, no, en realidad mi verdadero mundo eres tú. Claro, me suena、eh, como a, a cosa en plan: bueno, si está mi madre d e l a n t e le digo que es mi mundo porque es mi madre, pero ya que ver, estás tú sola es que, aquí. Es que te exactamente, digo esto. exactamente ese es otro de los grandes problemas en la caracterización de Superman: que es que me estás pintando un Superman que está al borde de la locura absoluta, como quien dice, como pierda a Lois, o sea, que Lois es lo único que la tiene ahí, que, que le mantiene en la humanidad, pero luego me pones en peligro a Marta. Y aparte, entre la una y la otra, lo que tienes es un Superman que en realidad joder, está a un paso de ser el Superman de Injustice. O sea,、sí. ¿ese es el Superman que estamos viendo? O sea, ¿Un Superman que le falta no, un chasquido de dedos, un mal día de Lois Lane para i r s e l e la pinza del todo? Que sí, que sí, que va a ser Yarre Leto el que mate a Lois Lane. Vamos a tener Injustice, Flashpoint, Apocalipsis, lo vamos a tener todo mezclado en las d i s u i o n e Es、siguiente. que es eso, tío, yo estoy viendo que eso,、sí. que van a intentar mezclarlo todo y. ¡Wow! Esto va a ser un cazo. Mira, aquí uno de los problemas, pero esto sí que lo deberíamos dejar para después. Uno de los problemas de DC, y aquí plantamos nosotros esta semillita argumental, pero luego las ponemos. Más porque sí es un tema en el que quiero entrar.、Eh, Marvel ha ido poquito a poquito labrando su camino. Y DC, después de que Nolan se saliera de la ecuación, ellos han querido hacer lo mismo. El problema está que, en que se fijan tanto en Marvel, aunque sí que quieren tomar su propio camino en muchas otras cuestiones, lo cual me parece muy aplaudible y creo que es lo suyo,、eh, pero están tan pendientes de lo que hace Marvel. Y Marvel anuncia un millón de pelis en 10 años. Y por nosotros también. O sea, vamos a ver. Ellos han estado. Muchos años y se la han jugado. Y, y la primera fase, la primera fase con Iron Man, Iron Man muy bien, pero lo otro de más fue muy renqueante hasta que llegó los Vengadores y confirmó que esto funciona. Y a partir de ahí la cosa cambió mucho.、Eh, pero han sido unos cuantos años ahí de elaboración, de pasito a pasito, ¿no? ¿Vale? Como ciertos equipos de fútbol, o sea, partido a partido, ¿no?、Eh, pero DC quiere llegar a ese punto, ya, donde está Marvel, quiere competir con Marvel cara a cara, ya,、eh, tres años vista, que no, pucho puede ir tan deprisa por la vida. Y, y eso es. Ese es el concepto apresurador que hace que todo esto vaya a matacaballo. Y aquí esto es un sin dios y tenemos aquí películas que son siete películas mezcladas en una, porque hay que contar mucho, mucho, mucho, muy, muy rápido para llegar a ese punto. No, no, déjate de historias. Déjate de la peli de Aquaman, que no sabes si va a funcionar o no. O sea, déjate de historias, ve paso a paso. Si esta e es r una peli de Batman y Superman, Batman y Superman dan más que suficiente para. entre ellos. Enfrentarse a Luthor y te sobra Wonder Woman, te sobra d u o s d a y te sobran un porrón de historias aquí, que están mezcladas y que no iban a ninguna parte. Con eso haces una peli y haces una peli de dos horas y media y aprovechas cada segundo de metraje. A mí lo que me fastidia es que hemos ido muy deprisa con unas cosas y muy lento con otras. O sea, en fin, entonces, esta n n t o c e e s película está muy descompensada por ese tema que yo estoy diciendo ahora. Y todo se debe a, a, esta, a esta prisa, a esta urgencia por plantarse. En el mismo punto en el que está Marvel, pero decede, o sea, tomarnos las cosas con calma. Si al final el que se va a llevar el gato al agua, se lo puede llevar durante un tiempo, pero si es que al final las cosas cambian, o sea, uno puede ser el campeón del, de, de los pesos pesados y tener, conservar el título durante muchos años, pero al final alguien llega y le noquea. Pero hay que tomárselo con calma, o sea, no puedes machacarte aquí para llegar y, y enfrentarte con él en un combate si todavía no estás preparado. Bueno, pues aquí vamos a m a t a c a b a Y este es, el, este es el, el, el gran problema que tenemos con esta peli. Que en teoría esto, esto iba a ser una secuela de Superman, y fíjate que has acabado siendo el prólogo de la Liga de la Justicia. Es ir muy deprisa, en mi opinión. Luego hablamos sobre este tema.、Mm, pero vamos a pasar ya de Luthor. Que, aunque está muy bien, nos hemos ido por aquí por los derroteros. Estaba yo a punto de dar paso a Gal Gadot, o Gal Gadot, no sé cómo se dice. Estamos hablando de Wonder Woman, que también fue un tema así muy polémico, muy espinoso, porque en fin, la gente. Pues, es que es normal, llevamos viendo a una Wonder Woman así muy exuberante y muy neumática, y nos cogen, pues una chica pues, que es muy delgadita, es muy esbelta, es incluso un poquito élfica. La gente a lo mejor quería algo más rotundo, más milf, no lo sé, no sé, pero entiendo que haya quejas. No obstante, h a v i d a cuenta de lo que hay y de lo que hemos visto en pantalla, sí, ¿no? Que c a g a un chaparrón. Vamos a dejar. Minutos a Paco ahora para que se explaye él y que exponga su criterio que lo tenemos ahí arrinconado. Bueno, pues a ver, a mí Wonder Woman me ha gustado. Me ha gustado tanto la actuación que realmente no tiene mucho porque tiene tres escenitas muy cortas, pero me gusta el rollo que tiene con, con Bruce Wayne. Me parece que es un, un toma y daca bastante chulo. Y, y, y la escena que tiene, la escena ya propiamente de Wonder Woman, me parece bastante potente. Es cierto lo que dices, Runa, que, que a lo mejor debería recibir algo más, que al final sale muy entera, pero esa actitud de, de guerrera, de en plan, joder, como me está gustando la, la pelea esta, a mí me gusta, a mí me ha convencido. Físicamente no, no tengo ningún problema, me parece que es una chica súper mona y que.、Mmm, con el traje, que otro acierto de Michael Wilkinson, el diseñador de vestuario, me parece un traje espectacular.、Eh, me parece que, que funciona bastante bien y creo que, que mucha gente ha salido con ganas de saber más de sobre, sobre este personaje, aunque es cierto lo que habéis comentado antes, que. Que quizá un poquito más de, de trasfondo no hubiese venido mal, pero claro, ¿dónde lo metemos en esta película? Que es que. Es complicado, es complicado. m a n f o r t ¿tú qué tienes que decir? Bueno, a ver, mi amiga Galgadot.、Eh, yo, para empezar, siempre he pensado, y a día de hoy básicamente lo sigo pensando. Que esta mujer era un miscasting completo para, para ser Wonder Woman.、Eh, aparte de que su físico、pues、no corresponde demasiado a lo que vemos en, en los cómics, tampoco su cara me transmite lo que debería transmitirme el rostro de Wonder Woman. O sea, Wonder Woman es una mujer con una. Belleza tremenda, pero también tiene que ser alguien que sea capaz de, de transmitirte una sensación de paz, una sensación de, de esperanza, en definitiva. Es, es, bueno, en muchos sentidos es un Superman femenino, ¿no? Es un personaje muy complejo, muy contradictorio en muchos aspectos, porque es una pacifista, pero al mismo tiempo es una guerrera.、Eh, Gal g a d o t no me transmitía nada de todo eso. Sí que es verdad lo que decía Paco, que la caracterización y lo que es el, el traje por parte de Michael Wilkinson me parece. En general, bastante acertado.、Eh, las fotos promocionales que han ido saliendo, su representación en pantalla, etcétera, no me parece mala, no me parece en absoluto mala. Sí que veo que escora mucho hacia esa versión, digamos, más guerrera, más primitiva de, de Wonder Woman. Que bueno, ahí entramos un poco en el, en el debate de, de si es la, la, la, el acercamiento correcto a este personaje, ¿no? porque es, como digo, un personaje muy difícil, pero bueno, eso es harina de, de otro costal. Y por lo que veo aquí en la película, pues es que sinceramente,、eh, prácticamente no puedo juzgarla más allá de lo que ya lo había hecho、eh, en los t r a i l e r s O sea, es que、mm, creo que tiene como tres o cuatro minutos más en toda la película de lo que habíamos visto en los t r a i l e r s No tiene más. Me da la sensación que, que no, no hay mucho más. ¿no? Entonces, realmente todavía no he visto a Wonder Woman, no he visto lo que han hecho con este personaje, si es que han hecho algo. No la he visto.、Eh, veo que la caracterización, partiendo de una base que yo considero que, que no era buena, la caracterización sí que es buena. En pantalla, d a b i e n e s t a Wonder Woman, tal y cual. No sé si me gusta esta faceta tan exageradamente guerrera que, que hemos visto aquí. No me parece mal tampoco. Bueno, no, sé. es, que no sé. es que no hay personaje tampoco. O sea, es un, una persona, un personaje que se, que, que se asoma, aparece aquí y allí y desaparece. Su aparición en el combate final con Doomsday es puramente, pura y, y simplemente un, un lucimiento: un decir, aquí está Wonder Woman y también está en este mundo. Evidentemente, tampoco aporta nada a la historia y, y ya está. Y no hay mucho más que decir de ella. Bueno, yo. Sobre la elección de la actriz, ¿sabes qué pasa? Que creo que todos teníamos a nuestra actriz que podría ser la Wonder Woman perfecta. Yo por ahí he oído algunas c o s i l y a s pero que no se ajustan. Bueno, yo tenía la mía, pero al mismo e o es que no me acuerdo de cómo se llama, pero bueno, ya os lo comentaré. Pero hablando de Galgadot. Es que me, me parece muy guapa esta chica. Entonces, aunque no, es, no era lo que pedíamos, es como si ahora metemos un Batman esbelto y, y delgaducho, pero fibrosete. No, o sea, Batman tiene que ser un armario ropero.、Eh, pero bueno,、eh, han jugado esta carta. No, no me disgusta. O sea, creo que cuando es Wonder Woman, otra cosa es cuando la veo por ahí con vestiditos de noche y tal. Es otro rollo. Y tampoco acabo de entender muy bien. ¿Qué pinta ella haciendo todo ese tipo de historias? Pero bueno, tampoco me molesta. Molestarme no me molesta, esa es la realidad. Y ya como Wonder Woman, pues no tengo ningún problema. El traje me mola mogollón.、Eh, veo mucho p o s t u r e o o sea, la, la veo muy falsa, en plan, mira cómo molo con esta pose maravillosa y esta cara aquí. De,、eh, pero quiero decir, es, tampoco está escrito, es que no hay, no, no hay un guión para, realmente para este personaje. Es que no hay. Es, es apareces aquí y te pegas. Y ya está. Entonces, lo que he visto en ese sentido no me ha disgustado. O sea, le he visto ahí que saca el lazo, espada, cortando cosas. O sea, tiene resistencia. O sea, quiero decir, hemos visto lo que teníamos que ver de Wonder w o m a n O sea, esto es lo que Wonder w o m a n puede hacer,、eh, amigo espectador. Vale, pues eso lo hemos visto. Insisto,、mmm, se lleva pocas. Algunas, alguna buena se tendría que haber llevado. No la veo sufrir. Realmente creo que aquí el único que sufre es Superman. Ya lo he dicho antes, pero bueno, vuelvo a insistir. Con lo cual, que lo hubiera andado un poquito más de cerita, creo que lo hubiera sentado incluso mejor al personaje. No la v e a sudar, francamente. Pero bueno, no me disgusta, a mí no me disgusta, no me gusta tanto. Quiero decir, hay mucha gente que se ha emocionado con Wonder Woman, les ha gustado mucho.、Eh, bueno. Yo ni, ni disgustado ni tampoco muy, muy excitado de ninguna de las maneras. Me ha dado un poquito igual. Pero no me, no me disgusta lo que pasa. Que creo que、eh, con muy poco, con, con que ella, mientras está viendo los vídeos estos de archivo del resto de la Liga de la Justicia,、eh, me hubiera gustado me hubiera gustado que ella tuviera un recuerdo así, que lo, aunque lo metas con calzador, pero un recuerdo en el que viéramos que es una amazona que, que procede de un mundo que, que no. O sea, quiero decir, algo que nos cuenten un poquitín. Está todo como muy sugerido, pero solo para el que,、eh, el que lee cómics pueda saberlo. Puede, o sea, se lo puedas recordar. El de estos espectadores, ni idea. Pero bueno, estos son mis, mis problemas y lo que tengo que decir. Bueno,、eh, queda por ahí, no sé si Jaime Angulo, ¿esto es tú el que queda? ¿Alguna más, alguna cosilla más o, o ya está todo dicho? A ver,、mmm, casi es un repunte de algunas ideas de las que he escuchado que habéis dicho, pero yo, en realidad, no tenía en ningún momento ningún problema. Perdón, no, no es que no tuviera. Es que no habría tenido ningún problema de, en cuanto al miscasting de g a l g a d o t como Wonder Woman si no se hubieran esforzado tanto en general con Batman y con Superman porque se parecieran muchísimo a los de los cómics. Es decir, con unos sí y otras no, ¿de qué va esto? ¿Los tíos tienen que ser exactamente igual que en las viñetas y ella tiene que ser diferente? Pero、no, bueno, luego tenemos a Flash que. Oy, oy, igual oy, igual oy, que n o que. Bueno, Coons, bueno, vale, vale. Eso ya no y, podemos. Eso no. voy a tener pesadillas durante años. Y Momoa、eso. tampoco se parece al Rubiales de Aquaman. Bueno, pero, pero sí que hay una versión de Aquaman que. Uff, vale, con cierta cintura puedes decir, vale, le veo algo parecido. No, no pero lo, y, lo que、tal. dice Jaime tiene mucho sentido en el aspecto de que los, los castings sí, sí, sí. para Superman y Batman. Sí, que han intentado ser fieles al canon, o sea, c a b i l es que es Superman traído al mundo real, es clavaico. Y, y Batman, este Batman, ya no a f f l e c k mejor o peor, pero el traje de Batman es el traje de los cómics, o sea, es el Batman más cómico del mundo. Y el físico、mundial. de los cómics, sobre todo. Y el físico, es que es sí,、importante. exacto. Es, o sea, es que tú ves este Batman y dices, joder, es que aunque no vea la película, yo me compro la figura, porque es Batman, es que es, yo sé, es una pasada, ¿no? Está genial. Pero todos los demás, empezando por Galgadot y de ahí en descenso, Hasta llegar a e z r a Miller, o sea, es que no se parecen en nada. Yo, sinceramente, cuando anunciaron lo de e z r a Miller, Paco creo que ya lo sabe, me dio、sí. un pasmo. Me dio un pasmo. Tenía la esperanza de que cuando lo hubiéramos caracterizado de flash y lo hubiéramos en pantalla, hombre, pues no sé, que lo hubieran. Ya no, ya no pido, fíjate tú, que lo hubieran tenido de rubio, porque Barriales es rubio. Y eso es pedir mucho, pero, joder, cortarle el pelo por lo menos, ¿no? O algo. Ni eso. O sea, ni eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia tan, tan terrible? O sea, si DC es precisamente es icónica, o sea, DC se basa en sus iconos, en el aspecto, en el aspecto de los personajes que se parezcan, o sea, de,、eh, digamos que son iconos、eh, prácticamente inamovibles. ¿Por qué me cambias eso? O sea, es que no tiene, no tiene ningún sentido. Y si me lo cambias para hacer algo mejor o algo más atrevido, o luego vienes y me sorprendes y me dices, joder. Que hay que ver qué personajazo me has sacado o qué versión más atrevida me has hecho con este personaje. Pero aquí lo hemos visto con Luthor. Me lo has cambiado todo para darme lo que me has dado. Dices, joder, Virgencita, que me quede como estoy. Me da la sensación de que aquí, en este tema, es un poco culpa de Zack Snyder, e h porque leí hace poco unas declaraciones suyas, una entrevista y tal, que, que precisamente hablando sobre Flash y sobre cómo el Flash de la serie no pega para nada en su mundo. Porque decían, o no, es Ramírez l mejor porque este mundo es más oscuro, es más no sé qué. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber personajes rubios en un mundo oscuro? Por ejemplo, <risa> tío, no me fastidies, no, no Hombre, sé. Yo sinceramente, yo, sinceramente, a mí con esta película z a c k Snyder ha bajado varios peldaños en mi consideración como cineasta, sinceramente. Y creo que muchas de las cosas de la película、eh, son cosa suya, porque、eh, en definitiva tú eres el director, por más que tengas presión del estudio o el guión sea uno u otro.、Eh, a ver, esta es, digamos, tu segunda película en este mundo, con lo cual algo tienes que decir. Algo tienes que decirle al estudio. Tienes una voz. No eres el típico mercenario que, te, que acabas de llegar y haces tu trabajo y te vas. Algo tienes que decir. O sea, tú eres el que ha montado esta película y nos has dado esto. Pues, a ver, yo lo que veo es una película con algunos planos visuales magistrales. Un director visual tremendo, pero con una capacidad de narrativa y de contar historias muy, muy cuestionable. La verdad. Mira, pero ahí, esto. También, también pasaba cuando estuvimos hablando de Star Wars. Yo creo que también Warner tiene algo que ver. Y no quiero defender a, a Snyder, porque a mí, a mí en parte me ha gustado, pero yo creo que, que quizá esta no era la película que, que, que, que se necesitaba en este momento. Y eso que me ha gustado. Pero creo que. q u Era e muy complicado, es una película muy difícil. Es una película. Por Mira, eso yo, yo siempre. Yo, yo ahí ya h a s veces Yo que creo、recada. que justo ahí discrepo más que nunca. Porque si esta peli, con todos los planteamientos, y con, era muy ambiciosa, ¿vale? Pero si lo hubieran logrado, si lo hubieran conseguido totalmente, aunque para muchos lo han hecho. O s sea, e quiero decir, hay gente. O sea, yo estoy leyendo que hay gente que dice que es la mejor película de superhéroes que se ha hecho nunca. O sea, sí, quiero decir,、sí. a mucha gente le ha encantado. Pero no hay consenso. Y esto es incontrovertible. Quiero decir, el que diga, no, no, le está gustando a todo el mundo, o no, no, le está disgustando a todo el mundo, es que realmente no está haciendo un buen sondeo de las redes sociales. Hay gente a favor, gente en contra, está la, la peña está dividida. Entonces, si hubiera consenso a favor, creo que esta película es exactamente lo que Warner necesitaba. Lo que pasa es que, claro, como cuando quieres morder más de lo que puedes tragar. A veces te atragantas. Aunque bueno, insisto, aquí está la cosa muy dividida en cuanto a opinión se refiere. Sí, sí, pero yo, por ejemplo, que, que a mí me ha gustado mucho la película, entiendo, y además、eh, creo que te lo dije a ti, Runa, al principio, que entiendo totalmente a la gente que no le haya gustado. Porque era una película controvertida y que, que eso, que no. Era complicada, era difícil. Y. Ya habiéndola visto, no, no como planteamiento, claro, o sea, si se hubiese hecho bien,、eh, seguro que a todos los nos hubiese gustado. En el momento que、mmm, tanto Antonio, sobre todo Antonio, que es con quien más relación he tenido sobre la película,、eh, y yo tenemos una, unas discrepancias tan grandes, es porque la película no ha funcionado. Eso es, eso es indiscutible. Que me haya gustado más a mí, pues perfecto, a mí me ha gustado, tengo suerte. Ojalá le hubiese gustado a todo el mundo. ¿Sabes? Ojalá, ojalá me hubiera gustado. Yo, o sea, quiero decir, a mí, a mí me ha gustado y no. Y no. Entonces,、eh, claro, yo, claro. yo es que no m á s c l a r o lo voy a tener que ver varias veces para saber si me inclino o no. Pero nunca me había pasado algo de estar justo en el punto más neutral que se puede estar. Y, y es que he visto cosas cojonudas. Y es que tenían los elementos, estaban los ingredientes ahí. Había que haber horneado mejor esto. Y es que para mí es una oportunidad perdida. Porque, Por eso, porque、sí. esto podría haber sido. Increíble, la mejor película del año, sin duda. Tendríamos el m a d m a x Fury Road ya de 2016. Sí, sí, sí. No, lo que yo te digo, en el momento de que se, que se divide la,、eh, tanto la, la opinión, es un fracaso, a pesar de eso, de, de, que, de que a mí me haya gustado. Pero no puedes considerarlo de otra forma.、Eh, ¿De qué me sirve muy, muy, que me haya gustado muy, a mí、uh -huh. si, si realmente esto no, no supone. Un impulso al universo cinematográfico de DC. No sirve de nada. No sirve de nada.、Hmm. Bueno, pero quiero decir, ¿sabes qué pasa? Yo tampoco creo que sea la película que vaya a hundir a DC. Quiero decir, esto no es la, no sé, las crónicas de Narnia que, que Disney se quedó ahí. No, no, vamos a ver. Esta película yo creo que va a funcionar bien y pero vamos a seguir en ese plan de sí, pero no. Sí, pero no. O s sea, e necesitan el gran pelotazo que esta película ha estado a punto, pero yo creo que la ha conseguido s o n l a s medias y solamente con un factor de los espectadores. No creo que vaya a ser un fracaso de o t r a s formas. ¿eh? Eh, también es cierto que habrá que ver en qué lugar pone, sitúa el tiempo a esta película, si dentro de, de una película muy, muy querida, muy odiada, hay de todo. O sea, ya, además, la gente está opinando con, muy, muy rotundamente. Me acabo de acordar de cuál era la, la, mi, mi. O sea, yo, si yo hubiera sido el director de esta peli, yo de Wonder Woman, lo que pasa es que hay que teñirla de moreno, eso sí. Es muy rubia esta chica. Entonces hay que ponerla morena, que ya ves tú qué problema. Alice Eve. ¿Vale? Alice Eve. Esta salió en la de Star Trek, la segunda. Pues es que para mí es. Pero bueno, yo es que soy así. Pero esta ¿Oye. la pongo morena y, y con el taje de Wonder Woman yo la estoy viendo. O la dejarían rubia total. <ríe> <ríe> bueno,、eh, Galgadot. Wonder Woman. Creo que ya hemos acabado con él. A partir de aquí sí que me gustaría deciros que, que voy a citar. Al resto del elenco, porque ya no hay personajes con los que yo creo que debiéramos detenernos demasiado. Con lo cual, haciendo un repasito así por encima, tenemos a Diane Lane, que vuelve a ser otra vez la madre de, de Clark. Marta Kent. Tenemos dos martas, es curioso, ¿eh? Nunca me, me acabo de caer, fíjate. Sí, sí, yo también caí en la sala de cine, ¿eh? fíjate t、sí, Tenemos dos, sí, sí. dos martas aquí. Bueno, pues tenemos a Marta Kent. <coughs> Tenemos A A mí me ha fastidiado esto, fíjate, porque apenas la llego a ver en pantalla. Tenemos a Lauren Cohan, que a mí es que me encanta esta chiquilla, o sea, haciendo de Martha Wayne, haciendo de la madre del de, de pequeño Bruce. Y bueno, en fin, es que, es que apenas se le ve bien. O sea, esta es la, la Maggie, ¿no? De, de Walking Dead, ¿no? Su papel de momento más, más destacado. Y aquí aparece y, y jo, es que cuesta hasta reconocerla. Pero bueno, esta chiquilla me encanta. Tenemos a l a u r e n c e Fisburg haciendo de, de Perry White,、Uf. funcional. Tenemos por aquí a Holly Hunter haciendo de la senadora Finch, también funcional. Y bueno, es que no hay mucho, muchos que destacar. Tenemos a Calan l Mal, Malvi, que es este tío que de repente se está especializando en personajes aviesos, con esa mirada críptica. No sabes muy bien, pero bueno. Y tenemos al único con el que yo me quiero entretener un poquito, que es a Jenny Myrons, con este Alfred, con esta visión de Alfred. La verdad es que es muy curioso. ¿Cómo? Yo creo que con los Alfred es hasta difícil fallar. O sea,、eh, Hay muchas versiones de Alfred. Hemos visto todo tipo de Alfred en videojuegos, en cómics, en series de animación, en películas. Y, y sin embargo, pues,、eh, bueno, aquí nos presentan un Alfred a lo mejor un poquito más avinagrado.、Mmm, con... Yo siempre he visto a un Alfred con, con humor negro, ¿no? pero hay veces que tenemos un Alfred como más fino, más elegante, o tenemos a este pieza que, que dispara con bala. Tiene mucha mala leche, pero a mí me ha gustado bastante.、Eh, bueno, Jeremy i g o n siempre lo a borda.、Eh, a mí me parece un a t o r a z o tremendo, pero no sé, ver este Alfred, que era una apuesta así extraña, me ha parecido valiente, me ha parecido que está bien, me parece que es original. Esta vez sí, lo han conseguido, con lo cual, genial. Todas las intervenciones de Alfred, para mí, estupendo. Incluso podrían haber metido un poco más de Alfred. Creo que me ha faltado Alfred, aunque tampoco es que lo eches de menos exactamente, pero muy bien,、man. yo muy contento, muy contento. Es más, Me hace pensar, me hace ver una película dirigida por Ben Affleck de Batman. Que ahí ya tendremos mucho más, muchísimo más a Alfred en pantalla. Y cada vez me gusta más. A ver si ahí mejoran un poquito, gozan, que es la cuenta pendiente que tienen en este sentido. Pero para todo lo demás, muy contento. Sobre todo este elenco de actores que, que hemos dicho, de personajes y demás, ¿algún comentario así a grandes rasgos, chavales? Sí, sí, por favor, oye, de verdad, no. Joder, comparad. Es que yo estoy muy integral con este tema. Comparad el Perry White del hombre de acero con este Perry White. ¿No os parece que se ha vuelto idiota? De verdad os lo digo. Se ha vuelto su normal. Sí, no, era, no sé era, un jefe, era un jefe comprensivo. Era duro, pero comprensivo. Este tío no escucha a nadie y, y además es que está. No sé, o sea, creo que además pifiándola en cada instante. O sea, todas sus decisiones son erróneas. Mira, yo creo que simplemente es que otra vez es lo mismo. Es que no hay personaje, no hay guión, no hay nada. O sea, Perry White tiene que pasar por ahí porque tiene que haber un Perry White, pero no hay un personaje. Y a mí es una de las cosas que me cabrea un montón. Porque como aficionado a Superman, una de las cosas que me gustaría ver en la película de Superman es bien reflejados y bien plasmados los secundarios de, del personaje. Y el staff del Planet, y concretamente Perry White, es un personaje que me encantaría ver bien plasmado. Es más, Lawrence Fishburne. Es un actor que puede perfectísimamente hacer un tremendo Perry White. O sea, es la clase de figura, digamos, paternal,、eh, digamos, de referencia que podría tener Clark Kent y que podría dirigir un periódico como el Daily Planet、eh, a la antigua usanza. ¿no? Que de hecho, aquí, aquí incluso llega a contradecirlo, ¿no? Cuando Clark、eh, le dice lo del murciélago que quiere de,、eh, hablar de Batman, etc. Y el otro le dice: no, no, es que esto ya está pasado de moda, esto no es 1938. O sea, eso no me cuadra nada con Perry White. Pero bueno, es que en general es que es que no aparecen. Es que、no、hay, hay una, está en esa escena de esa especie de reparto del periódico cuando a Lois le dan permiso para viajar a Washington y, y ya está. Y no hay más. Entonces, bueno, evidentemente en una película donde Superman pues, es una motivación para otros personajes, pues que van a ser los secundarios de Superman, pues, pues nada. O sea, no hay nadie que le pueda hacer ni sombra ni acercarse al, al, al Alfred de Jeremy Irons. Sí. <risa> Bueno, yo creo que a no ser que tengáis la necesidad porque os queme por dentro como a Jaime a n g u l o、eh, yo creo que ya vamos a dar carpetazo al asunto de personajes más reparto. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario más? ¿Tres? ¿Algún comentario más? ¿A la de dos? ¿A la de uno? Bien. Bien, pues n o vamos a meter con el asunto de, de la película en sí. Vamos a hacer un resumen así de todo, en lugar de despiazarla. Por tres bloques, porque esta es una película que es muy reciente, entonces a lo mejor hacer un examen así tipo monográfico, como solemos hacer con otras películas, creo que en esta ocasión no se tercia.、Eh, y ya nos hemos extendido mucho, llevamos muchas horas aquí en el programa, así que vamos a hacer un resumen global de toda la película y, y a por ella. ¿Quién se lanza por esto? ¿Quién se atreve a hacernos un resumen de la película? Tú la has visto tres veces, Paco, ¿tú te atreverías? Sí, sí, yo me pongo. Venga, Paco, a ello. tírate. Pues a ver, básicamente la película comienza como todas las películas de Batman, con el inicio del é con el asesinato de Bruce Wayne. Con una escena, la verdad es que hay que comentarlo porque me parece que está muy bien traída. Sí, sí, sí. sí. Es, más, es más, es el mejor asesinato de los Wayne que yo he visto. Por lo menos mi preferido. Y, y tiene una belleza estética y una fuerza plástica, yo creo que indiscutible para mí. O sea,、claro. me, me encanta, además os lo comentaba vosotros anoche. Me encanta el momento en el que el collar de perlas, que es como uno de los iconos ¿no? representativos、uh -huh. de ese momento en la vida de Bruce Wayne, me encanta el momento en el que se engancha al carril de la pistola. Y cuando aprieta el gatillo el malo, el bandido, el carril, claro, va para atrás y es, y es esa acción la que rompe el collar. ¿no? Es como. Uff, me, me parece que está muy bien traído. Fíjate que Zack Snyder. Eh, ya se le ha quitado la tontería con la cámara lenta, aunque hay mucha cámara lenta aquí. Y hay algún momento con cuando el goma en la cámara lenta de t í o o sea, déjate de historia, cámara lenta y no hace falta. Pero ahí la cámara lenta está muy bien, muy bien traída y el momento en que las perlas se caen por las rendijas de la alcantarilla me parece una pasada muy b o n i t o Bueno, sí, por favor, es que tenía、sí. que pararme ahí. No, no, no, es que es, es un momento para destacar, de hecho, de lo mejorcito. Eh, bueno, eh, de, básicamente de eso. De hecho, y estoy... y perdón, ya, ya, ya para rematar ese instante, yo flipé, flipé cuando veo que lo, cuando vemos otra vez ese momento en el que se cae el pequeño Bruce Wayne al pozo y tal, y veo que, lo, que los murciélagos se lo están llevando para arriba. Yo dije, no, tío, o sea, no podemos empezar así de mal. Pero claro, luego ya la voz de narración que solamente lo usan en ese instante, o sea, la voz en off de Bruce Wayne contándonos eso solamente para ese instante. Eh, nos deja bien claro que no, que eso es una ensoñación, que es una verdad así muy hermosa, pero que no va a ninguna parte. O sea, que eso no ocurrió realmente así, tal y como lo vemos en pantalla. Ya todo ese descoloque que tan ocasionado esas imágenes ya te vuelven a dejar sentado en, el, en la butaca. Y no deja de ser una de estas cositas que verdaderamente、eh, nos ponen el asunto de las ensoñaciones. Yo no sé qué os ha parecido a vosotros este tema. Ya hemos dicho antes que hay algunas que bueno y tal, pero es, a mí me parece que es un acierto esto de que de vez en cuando, a través de sueños y tal, nos vayan contando cosas que quizás sí, quizás no, que tengan que ver con el futuro. No sé, todo, y aquí ya nos, han, nos, nos ponen un poquito la primera carta de presentación. Ojito, no todo lo que vas a ver está pasando en tiempo presente, es real y tendrá algo que ver con la realidad. No sé, me, me ha parecido que es un acierto. Y aquí ya con esa imagen del pequeño Bruce Wayne siendo sacado. Por los propios murciélagos del pozo, me parece q una e me parece a mí u cierta. Sí, de hecho, de, con lo que dices de las ensoñaciones,、eh, a mí me ha llamado mucho la atención, que a lo mejor es un detalle que, que a lo mejor me estoy haciendo yo una paja mental, que todas las ens ensoñaciones que tiene Bruce Wayne, esta, la de la, la tumba, siempre acaban con algo、eh, que nos saca, de... de, de que vemos que, que tiene que ser un sueño o algo así. En cambio. El, el, lo que vemos del futuro distópico, este raro, tiene más coherencia. No vemos algo que nos saque de. O sea, es muy fantástico, pero no es algo que nos saque de repente como que Bruce Wayne salga volando. Por lo tanto, no sé si nos están dando una pista de que esto sí que puede ser algo real, pero que puede ocurrir, o realmente es una ensoñación igual que las demás. No sé si, si, si veis por dónde voy. Sí, yo, yo, bueno, es otro de los temas que, que ya hemos hablado realmente. Eh, yo creo que una hay una diferencia entre el uso y el abuso de estos,、eh, de del tema de las ensoñaciones. Yo creo que me h a a parecido una herramienta que está muy bien utilizarla, que da además para, para momentos interesantes, para explicarte en este caso la psique de, de Bruce Wayne, en algunos casos muy bien, o sea las que tienen que ver con, con la muerte de los padres, etc. Una buena excusa para meter flashbacks en definitiva y para contarte cosas que no e s t a r í a n en la linealidad de la historia. Pero creo que es un recurso del que se abusa muchísimo, sobre todo para introducir esos otros elementos que no pegan ni con cola. O sea, para todo el tema de la, la ensoñación, por ejemplo, de, de esa especie de futuro distópico, es una escena entera que、eh, si la quitas de la película, no tiene absolutamente nada que ver, nada que hacer, o sea, no aporta absolutamente nada a, a la historia. Porque lo que ve Batman en esa ensoñación. Luego no tiene ningún reflejo en la, en la corriente de, de hoy en día. Si lo que hubiéramos visto en esa ensoñación, digamos,、eh, hubiera sido、pues no、sé, un Superman descontrolado por,、eh, por otras razones o algo más relacionado con lo que él vio en la batalla de Metrópolis, pero el meter el tema de Apocalips ahí dentro、eh, y el tema de los parademonios y mezclarlo con, con Superman me parece mezclar las churras con las merinas y le quita completamente sentido a esa ensoñación y a muchas otras. porque ¿Qué está ocurriendo ahí realmente? ¿Están manipulando a Bruce Wayne? No lo sabemos. ¿Está simplemente teniendo sueños premonitorios porque tiene miedo a Superman o a lo que Superman podría hacer? Pues quizá, pero entonces no me encaja lo de Apocalips. Entonces estamos ahí metiendo un montón de cosas juntas a ver qué sale. Pero la cuestión es que unas cosas se pisan a las otras y, y están perjudicando, pues, en definitiva, la estructura de la película que se va desapareciendo y se va deshaciendo en cosas como estas. Precisamente yo, yo pienso que eso, que al, al ser algo que luego no tiene ninguna traslación a, a la historia, es, es porque es algo más que pues, seguramente nos explicarán. que, Por ejemplo, yo no lo he comentado antes, a mí sí que me gusta, al igual que a Antonio. Creo que es un recurso que se ha empleado mucho en los cómics, el meter tramas que se explotarán en un futuro, en un futuro y a mí no me molesta. No sé qué a, pensáis. A ver, mira, yo respecto a esto de las enseñaciones y concretamente a toda esta de a p o c a l i p s i y demás, creo que、eh, sí tiene. En realidad sí que tiene significación con la trama. Pero, primero, es tan leve tal y como nos lo ponen dentro de esa escena. Que pasa casi desapercibido, como un poco estoy viendo. Y luego está tan mal contado todo que, que directamente, pues es que entiendo perfectamente que las cosas, digamos que se pasen por alto. Mira, la cuestión: toda la escena esta de Apocalips podría haber sido, en lugar de eso,、eh, un mundo con personas comiendo helado, pero gobernado por Superman, en el que Batman no está de acuerdo y. O sea, lo que queráis, con tal de que te lleve a la escena en la que Clark Kent o Batman. Desenmascar a Batman para decirle:、mmm, Tú la mataste, o、oh, es culpa tuya, y era mi mundo. Eso es la única parte importante y relacionada con la historia, porque、claro. a través de esa es cuando ya,、eh, digamos que viendo a futuro, Bat Batman va a deducir que, oh Dios mío, que es que claro, que es que l u z o r está con, con esta, con la mujer, que es el mundo para Superman, que es que si no la salvan va a volverse malo. Bueno, vale, ya lo que quieras. Pero, pero claro, si esa escena te la combinan. Únicamente para decirte eso relacionado con la película, con lo que tiene que salir ya después en de la Liga de la Justicia, es cuando dices, joder, me estoy, me, esto me está descolocando. Pero es que además de eso, a continuación, justo a continuación, aparece Flash del futuro a modo Flashpoint para contarte:、eh, Es ella, Bruce, haz algo.、Eh, o s t a me, me h a adelantado, me h a adelantado. Y、es、justo、película. en ese momento despierta otra vez. O sea, son dos ensoñaciones concatenadas. Con lo cual, si ya de por sí una es confusa, cuando despierta Bruce Wayne, yo no sé cómo tiene que tener la cabeza, pero el espectador está diciendo: bueno, vale, vale, algo me ha hecho en la Coca-Cola.、No, Eso no, no si es. es que, si es que este Bruce, este Bruce Wayne está al borde del desequilibrio, o sea, se le va la pinza,、claro. pero un montón, o sea, tú no sabes hasta qué punto se le va, se, va la pinza, se le va la pinza a él o alguien hace que se le vaya la pinza, pero es que lo tienes ahí en plan borderline, o sea, es que está muy perjudicado. Sí, sí, pero, sí, pero mucho. realmente a estas alturas. Quiero decir que creo que hay argumentos criticables, pero que me digáis que Bruce Wayne está mal de la cabeza, pero está mal de la cabeza desde siempre. Se la ha ido la chota. No, no, no, sí, a ver, c u i d a d o、sí. Eso, eso hay los... que mantener un equilibrio. Para contar una historia de Batman, hay que mantener un equilibrio muy sano、pero、entre no, esas no dos cosas. No creo que en esta película esté desequilibrado. O sea, creo que realmente. O sea,、eh, quiero decir que tampoco está zumbado como Luthor. Luthor sí está loco, no, no, pero no es una c o n t r a d i c i ó eso, sino que está、no. un a un paso. O sea, que tal y claro, como sí, lo sea, ponen. Vamos a ver, si、sí, el tío ya de por sí está traumatizado por sus padres y demás, que es、claro. lo que ya sabemos, y entendemos que Batman muy bien no está de ahí. Pero si encima. Le empiezas a sobrecargar, que si sueños premolitorios, que si es t o por aquí, que si esto por allá, es como decir, ¡hostia! Es que es pues, algo muy grande. Es que es algo muy grande para que no te lo expliquen de alguna manera. O sea, es que es algo muy, muy grande. O sea, el tema de, de, de meter una ensoñación con elementos de apocalipsis, el un tema como, in, como Injustice, como, es que es muy gordo para que no te den ninguna explicación en absoluto en toda la trama y encima no tenga relevancia para la trama a la postre. O sea, es que es un melón muy gordo. Es que no puedes meterlo ahí así como así.、Pero、lo que es haces como, es perjudicar como... al personaje de Bruce Wayne, que lo ves ahí confuso en plan. O sea, no, es que, vamos a partir de una cosa, es que era muy sencillo enfrentar a Superman y Batman. No hacía falta tanta historia. Si, si en los trailers estaba todo, o sea, si realmente si no se pueden ver. Vamos a ver, Superman es un tío que ve las cosas, digamos, en blanco y negro. Para él, que alguien se vista de justiciero y tome la justicia por su mano y tal, le parece fatal. El otro tiene miedo porque el alienígena es superpoderoso, sabe lo que puede hacer, etcétera, etcétera. Ya está, o sea, ese era tu conflicto. Un conflicto justificado, además. Luego, otras circunstancias ya les obligarían a unirse, pero de momento, ahí tenías un conflicto justificado en base a cómo es cada uno de los personajes. La película parece que va por ese camino durante una buena parte del metraje. Pero luego, cuando metes a Luthor, el plan de Luthor, el secuestro de Marta, o sea, me estás pisoteando todo lo que has sembrado antes de llegar a ese punto. Porque si de hecho Superman va a enfrentarse con Batman porque el otro tiene retenida a su madre, pues ¿qué importa todo lo que hemos visto antes de Clark Kent mosqueado porque Batman se toma su justicia? a q u e si en g o t h a m se pisan los derechos civiles? ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final la razón que va a plantarle cara a Batman es: Oye, mira, que quiero pedirte ayuda porque tu madre. Es que, es, que、no、tiene, es que no tiene sentido. O sea, te estás pisando una cosa con la otra. Estás mezclando una cosa con la otra. Y realmente no hacía falta nada de todo esto. Esto lo que hace es viciar el enfrentamiento entre los dos. Porque lo que p o d í a haber sido un choque propio de cada uno de los personajes, de cada una de sus psicologías, acaba convertido、pues、eso, en un b a t i burrillo confuso, en una batalla que no, que no tiene razón de ser, en definitiva. El problema es que nos estamos adelantando, pero bueno, que, que sí, poquito, ese,、sí. ese enfrentamiento、eh, realmente, si solo hubiese sido por, por cuestiones morales, por cuestiones de, de diferencia de moral, no se hubiese llegado a producir nunca. Porque Superman nunca hubiese ido a enfrentarse a muerte a Batman. Pero habría、sí. sido Batman el que habría ido a por él. Claro, es que, a mí, lo que inv... a mí lo que me invalida a mí eso, me e invalida y ya te lo comenté en su momento, p a c o es la, la escena anterior cuando Superman se mete en medio de la vida de Batman. O sea,、eso. Batman está ahí persiguiendo sus k r i p t o n i t a s y sus cosas por sus historias, y en medio de esa persecución, Zasca, aparece Superman y le dice: Cuidadín, que estoy harto de ti, no te、Pero、pases, olvídate ahí, del murciélago. Se mete ahí porque le ha manipulado Luthor. Porque justo antes ha recibido las fotos de lo que le hace a los, a los criminales. Si no, no se hubiese metido en ningún momento. No, pero a ver, al margen, al, margen de eso, al margen de eso, que puede ser verdad, tú tienes un Clark Kent preocupadísimo por el tema de lo que está pasando en g o t h a m por culpa de Batman. ¿Que el ex Luthor ha azuzado el fuego? Vale. Pero es Clark Kent el que está preocupado por eso. Y Clark se mete ahí en medio. Y el otro, que también tiene sus manipulaciones, está preocupado por la criptonita, está preocupado por el alienígena, etcétera, etcétera. Eso te lo compro. Pero lo que no te lo compro es que cuando llega el enfrentamiento, que como dice Jaime, es que bastaba con que Batman. Es que Batman lo ves toda la película que está a punto de cargarse a Superman. O sea, buscando c o m o Es su problema. Superman es su gran problema. Y está buscando la manera de ir a por él. O sea, no hace falta ninguna más presión más por parte de Luthor. Es que Batman hubiera ido a por Superman. Le hubiera preparado todo ese montaje. Yo ahí ¿no? no lo veo tan claro como t u m a n f o r d Yo creo que realmente. Sí, él sí le ve como una amenaza, y es cierto que él, cuando. O sea, hay algún, o sea, él está claro que no ve a, a Superman como, una, como un aliado. Pero ahí el que los encabrona a los dos, yo estoy de acuerdo con Paco, que es. Lo r lo que pasa es que el, que el problema Lúthor, es、obviamente. que a lo mejor el plan de Lúzor no ha quedado tan bien explicado, e s、pues、uno de esos Exacto, problemas es que del guía. Ese, es ese es el problema, evidentemente, pero que todo, el plan eso, de todo eso、salto. lo ha organizado con las fotos, con los mensajes estos raros del otro zumbado y tal, de la silla de ruedas. O sea, todo eso o sea, forma parte de la orquestación de Lúzor. Es un plan、eh, con muchos subterfugios, pero realmente.、Mmm, Yo sí que creo que es un buen plan. Por eso, luego la, la determinación de crear a t o u n o s y por qué no? O sea, es como decir. O sea, es como n las partidas. Yo recuerdo las partidas de la llamada de t u l o u e n el que para der, derrotar a, a un monstruo l o v e c r a c i a n o invocábamos a otro para que se enfrentara con él y Bueno, o luego qué hacemos con él? Esto es r o l Si vamos a morir todos. Un, un problema cada vez. Vamos a ver. Y, exactamente. Pero, Entonces, después de ese plan. De, del primer bloque de la película, que está tan bien, una vez que, que has visto la, la película con detenimiento y seguramente se la has visto varias veces, lo entenderás un poquito mejor.、Eh, pero verdaderamente te das cuenta de que ahí ha sido el que ha estado mal metiendo por debajo de la mesa a Luthor. Sí,、mm. pero, no、pero, solo pero, eso. Pero, pero, pero vamos a、y、ver. o、no、solo s o que... un,、vale. un momentito, que no solo eso, sino que además、mm. Luthor le ha proporcionado las armas a, a Bruce Wayne para que pueda derrotar a Superman. Porque Luthor en todo momento está filtrando la información sobre la k r i p t o n i t a Pero vamos、en、a ver.、Eh, si no,、eh, no hubiese habido un enfrentamiento porque Batman sabría que no puede ganar a Superman. Paco, Pero, vamos a ver. Va, quitad, quitad por un momento a Luthor de toda esta ecuación. ¿Vale? Quitadlo por completo. ¿Qué tenemos en el escenario? Una nave k r i p t o n i a n、eh, a a la deriva. A Batman haciendo sus historias en Gotham. Preocupado porque un extraterrestre muy poderoso está por ahí. Y, a, y tenemos en Metrópolis a Superman preocupado porque hay un justiciero que se está tomando la justicia por su mano. Vale, quitamos a Lúzor.、Eh, Clarken, que además es periodista, va a seguir probablemente alimentándose con noticias de, de Batman, Batman por aquí, Batman por allá, se le inflan los, los cojones. Se va directo a Gotham. Pasa el tema de lo del coche. Le, Oye, que me estás tocando las narices. O te paras o vuelvo, eh, majo. Esto, tú, Batman para. Batman va a, de, va a parar de hacer la justicia. Exacto, exacto. A, ¿Y,、si no、va para, exacto. Y, vale, y va a seguir a lo momento, suyo. Y en algún momento, cuando, como Superman va a ver que Batman va a lo suyo, va a decir: Este me toma por el pito del sereno. Y va a acabar yendo. Igual le hace otra advertencia. Pero Batman va a seguir a lo suyo. O sea,、claro. el enfrentamiento va a ocurrir sí o sí. Luzo、claro. lo único que hace es adelantar el cronómetro. Exacto. Vale. Pero, vale, en ese enfrentamiento perfecto. Pero, ¿cómo puñetas. Batman se enfrenta a Superman. Porque Batman ya sabe, Batman, si ya está con la mosca detrás de la oreja, ya sabe que hay una nave k r i p t o n i a n a a la deriva. Probablemente、claro. va a estar investigando o va a buscar. Si tiene la idea de que tiene que enfrentarse a un superhombre, no te preocupes, que todo lo que la base de DC nos ha, nos ha dicho es que Batman es un tío que ante todo se prepara para las amenazas. O sea que no te preocupes, que ya va a encontrar、claro. con sus narices los medios para combatir a quien sea. Sea Superman, o sea que. Quien sea. Si, efectivamente, vamos a ver efectivamente. si hay arcos argumentales de esto, de que un,、sí. unos planes que tenía pensados Batman, en caso de que todos los de la Liga de la Justicia se hicieran malos, que tenían sus ataques preventivos, los malos los descubren y los ponen en práctica. Si, ya está, sí, si esto ya、creo. está hecho, joder. Sí. Exactamente. Y eso es lo que demuestra en definitiva lo que decíamos, que es que el plan de Luthor. Hasta que, fijaos hasta qué punto es, digamos, irrelevante para la historia. Es que esto hubiera ocurrido igual. Es que la historia se pisa a sí misma mezclando una cosa con, con la otra. Es que no tiene mayor sentido. Y por cierto, ¿en qué momento Luthor ha descubierto la identidad secreta de Batman?、Sí. Porque puedo deducir, que también es darle a la película algo, pero venga, se lo doy, que dada la vinculación de Superman con Lois Lane, uno ate dos y dos. Diga, bueno, a ver. Eh, Superman a veces cuando está en película Lois Lane, Lois Lane está viviendo con este tío. Coño, pues igual este tío es Superman. Bueno, venga, aceptamos barco. Bueno, y si ya se pone a mirar un poquito, pues verá el parecido también. Claro, es que ahí está. O sea, yo acepto, por ejemplo, que el disfraz de Clarken k t、pues, puede pasar desapercibido si tú no los pones juntos por ninguna razón. ¿no? Bien, lo de Superman lo comprendo. Pero, ¿cómo demonios o cuándo ha descubierto la identidad de Batman? Que sí, que vale, que. Que Luthor tiene muchos recursos, que ha podido descubrirlo, que todo lo que tú quieras. Pero, joder, es una cosa bastante importante que deberías haberme contado en algún momento cómo Luthor ha descubierto eso. Es más, otra cosa, si la motivación de, de Luthor, al fin y al cabo, es el tema de los, de los、eh, metahumanos, que no le salvaron cuando era pequeño, lo que hemos dicho antes, del padre, ¿qué problema tiene este hombre con Batman? O sea. ¿Cuál es su problema con Batman? O sea, ¿qué le importa a él un justiciero que está por ahí haciendo sus cosas en las calles de g o t h a m Es que no le importa para nada. O sea, de hecho, hasta que no viene a robarle la k r i p t o n i t a Batman no debería ni haber entrado en su ecuación. Pero sin embargo, no solo ha entrado, sino que ha entrado ya en su manipulación y en su historia. Pero le, le odia porque Batman tampoco hizo nada cuando el padre le pagaba. y a bueno, claro. No no, no, no, no. Es que no, no estoy de acuerdo porque realmente. Él solo utiliza a Batman porque sabe que es el único que tiene la capacidad para derrotar a Superman. Pero vamos a ver. ¿Y podéis parquear a Doomsday? No, no, no. Pero, bueno, eso parte, la, eso hace, también, ya también. hace a Doomsday cuando ya ha visto que no. Que、claro. que sí, visto que va, pero si lo, si lo empieza a hacer mucho antes de que se enfrenten estos sí, dos. Sí, que, sí, no, sí, que no, que、sí. no. Que es que, que se deshace,、sí. lo siento. No, pero es que además, acordaos, o sea,、Everton. Luthor tiene un archivo <ríe> de gente metahumana.、Sí, o sea. Tiene a Wonder Woman, tiene a ese proyecto de cibos, a Coman, no sé qué. Joder, es que cualquiera de esos probablemente está más preparado, si tú no sabes nada, para enfrentarse a Superman que Batman. No, porque Batman ya tiene. O sea,、eh, en todo momento Luthor, yo creo, a lo mejor me, estoy, me, me lo estoy imaginando, pero Luthor en todo momento sabe que,、eh, que Batman quiere enfrentarse.、A、él le está dando las armas, simplemente. ¿Ah, sí, sí, s y c u a n d o lo sabe? Cuando lanza un comunicado de prensa, a Batman. No, coño. Que... Tío, en serio, ¿cuándo se entera Luthor、claro. de que Batman le tiene ojeriza a Superman? Si, si、claro. Batman está, estará buscando sus cosas para Superman, pero el tío está en su Gotham haciendo sus historias. ¿En qué、claro. momento Luthor dice: Este tío quiere meterle a Superman? Claro, y nosotros, desde el punto de vista como espectadores,、eh, realmente sí que sabemos que Batman es un tío que es capaz de enfrentarse a Superman o que hipotéticamente podría hasta, hasta ganarle. Pero desde el punto de vista del personaje, Luthor, ¿qué sabe de Batman? O sea, ¿cómo sabe que Batman es el tío adecuado para enfrentarse con Superman? Es que, precisamente, a margen de que digamos una cosa u otra, el hecho de que estemos hablando de esto, discutiendo, dudando de esto, te dice el agujeraco que tiene aquí el guión de la película. Porque es que esto tendría que, que quedar meridianamente claro. O sea, ¿por qué Luthor está, primero, ahí? Segundo, manipulando a Batman. ¿Por qué cree que es el más adecuado para enfrentarse a Superman? Es que es un agujeraco de guión enorme.、Mm, yo, vamos a ver. Yo entiendo que a nada. que Le das un poquito de vueltas a este guión, este guión se deshace. Yo lo entiendo. Y, ¿Y por qué? Porque estoy de acuerdo con vosotros. Si ya hemos hablado antes de los guionistas y yo no aquí, si, si, no sé si es que se han juntado las ganas de comer con el hambre o lo que sea. Pero quiero decir: Luthor ya sabía de la existencia de Wonder Woman. que Me parece un as un poquito más potente en esta、claro. jugada de, sobre、ahí、la、está. mesa、claro. que un comodín de un tío que no tiene poderes en Gozan. Que el doctor no creo que sepa que tiene una armadura aquí, destroyer, con la que se puede medir cara a cara con, con Superman y tiene que ir buscando por ahí meteoritos para facilitarle la quitonita que luego tiene Bruce Wayne que robar. Por, o sea, es demasiada, demasiado pitote si él tiene una foto cojonuda donde sale Wonder Woman y dice: Pues voy a enfrentar a la Wonder Woman con Superman, que me parece. Una apuesta un poquito mejor. Quiero decir, yo, si voy a atacar en el ajedrez a mi contingente, no voy con, con un peón aquí todo loco. ¡Ugh! Yo voy con la reina, que es la pieza más potente del tablero. Pero aquí, pues no sé, Luthor es tan enrevesado que, que se monta todo el rollo de la criptonita y tal, pero porque es un personaje que está mal escrito y ya está y no tiene ningún sentido. Está mal escrito, está mal interpretado, está mal presentado y está mal visto. De, de todas formas, claro, aquí está. <risa> que hay mucha gente que, que, que le ha gustado esta peli, mucho, ¿eh? Pero no, no, no.、Eh, p e o yo creo que incluso. No, pero vamos a ver. No, sí, claro, claro, por supuesto. p e r o que quiero decir, aquí ha habido mucha gente que ha disfrutado y demás, pero.、Eh, lo que pasa es que también hay muchas veces que la actitud esta de. Va,、ah, tío, sí es verdad, d q u e tal? O sea, porque se puede negar o se puede discutir algo de lo que estamos comentando aquí. Bueno, eh. Habrá quien lo discuta y tal, pero quiero decir, o sea, realmente las deficiencias del guión a mí me parece que son insalvables. Y creo que、mmm, te puede haber gustado mucho la película y digas, esto es un peliculón, la mejor peli de los superhéroes, o a lo mejor no tanto, pero un peliculón, de t r d a s formas me ha gustado mucho, lo he disfrutado mogollón, vale. Pero realmente, aunque te ha gustado mucho, o sea, tienes que aceptar que el guión es muy débil por los flancos. O sea, si hasta eso lo defiendes, defiendes lo indefendible. Es así. Este guión se derrumba por completo, pero porque verdaderamente yo creo que está hecho pues, a tontas y a locas. Y aquí hay 700 millones de, de individuos metidos en, en esta película, porque los, los... son no sé cuántos minutos de crédito. No nos quedamos a verlo porque sabíamos que no había imagen al final. Pero y, y que nadie haya dicho, oye,、eh, con todo to lo listo que es aquí, Luthor. ¿Por qué se la ha jugado con, con Bruce Wayne aquí? s e monta este pedazo de plana q u í Si podría haber enfrentado de la misma manera a Wonder Woman, ¿no? Digo, b、no, o Hasta haber reunido la liga entera, yo qué sé. Es que claro,、no、es que además cosas tienes cosas información sobre otra gente. e manipular ¿sí? como, como Bruce? Ah, porque. O sea, no, ahora no, es fácil de manipular. No, coño. Perdón. Me... realmente, si uno ya está、mmm, propenso a, a enfrentarse. Lógicamente es más fácil de manipular. Pero repito, que ¿cómo que... lo sabe él? ¿Cómo lo sabe él? Bueno,、no. vale, ya está. Que no lo puede saber. Hostia, que eso es un fallo del guión, ya vale, lo hemos dejado、pues、claro. claro. Paco, estoy sigue estoy contándonos la, está,、no、la película. Más,、no. Han matado a los padres de b r u c e w a y n e Sigue haciendo el resumen. Copón. <risa> Empezaré porque acabamos、no. de empezar, ¿no? <risa> Venga, vale, que. No sé si hacer otra、ver. pausa. Venga, vamos a hacer una pausa y luego después resumimos la película. Vale, vale, vale, vale. <risa> Volvemos en un momento. Voy a poner un poquito de orden aquí en la pausa, que esto es un sin d i o <risa> Probablemente solo seas capaz de imaginar lo que es vivir en dictadura. Lo has visto en la televisión. Lo has leído por ahí, te crees que sabes lo que significa. Precisamente por eso no valoras la libertad de expresión, no la valoras lo suficiente. Si te enervas en una red social solo por leer o escuchar una opinión diferente a la tuya, demuestras inmadurez. ¡Qué ridículo! d e s p e r d i c i a s un tesoro que no sabes apreciar, pero lo apreciarás cuando lo pierdas. Sabrás estimar lo que implica discrepar con elegancia. La opción de debatir distinguidamente cuando ya no te permitan hacerlo. No seas necio. Aprovecha ahora tu libertad con respeto. Expon tu criterio y encaja la contrariedad. Porque no tienes siempre la razón. Nadie tiene razón. Solo hay interpretaciones. Próximamente en la órbita de Endor. No quieres vivir en esta ciudad. No puedes vivir en ningún otro sitio. Evitas los problemas constantes. Te lanzas de cabeza al peligro. Eres la clase de chusma que necesita esta ciudad. La ciudad del pecado. Y eso, precisamente, es lo que dices tú que le permite. Sobrevivir al p a s o del tiempo、pues、con, con esta dignidad. ¿no? Yo sí que creo que es un cómic muy, muy, muy disfrutable a día de h o y no creo que pase el tiempo por él. Sí, la ambientación está muy cuidada. Es para que tengamos un efecto de, de cómica temporal y, bueno, eso también al tratarse de gente más bien de. de... Barrios bajos,、eh, gente de lo que son los estratos más bajos de la sociedad, pues aquí así también queda disimulado el hecho de que、eh, no haya mucha tecnología. ¿no? Sin City, un buen lugar para morir, para amar, para asesinar. Sin alcohol ni balas, no habrá fin de semana. En Sin City, la noche es una oportunidad. Cometer un error es casi inevitable. Insisto que este cómic a lo mejor va un poquito más allá de, de simples diseños de personajes o de estilos de dibujo. O sea, yo creo que aquí más o menos es la ejecución final, ¿no? La, donde Frank Miller se, se sobra tres pueblos y, en fin, da una lección de disciplina, ¿no? A la hora de, de dar un rematado final a, a cada una de sus viñetas. A mí ya te digo que por eso s i n c i t o y me parece que tiene un sabor como muy, muy especial. Sí, sí, y esto, sin que se olvide. Que ya era un autor consagrado que no necesitaba para nada hacer saltos triples saltos mortales porque era un autor que ya lo tenía todo ganado y que si hubiera seguido con su estilo de toda la vida,、eh, el cómic lo hubiera seguido vendiendo igual. Un especial en blanco y negro: Mujeres letales, fatales y sensuales. Tipos dudos, peligrosos y criminales. Toda la corrupción de Sin City en un programa monográfico donde se analizará la obra de Frank Miller y las películas de Robert Rodríguez. Cómics, películas, balas, sexo y drogas. No faltará de nada en un especial solo apto para adultos sin escrúpulos. Sin City. Muy pronto, en el programa de la fantasía y la ciencia ficción, La órbita de Endor. Seguimos aquí en la órbita de Andor. Esto es lo de estamos con Batman v Superman y el amanecer de la justicia. Queremos aclarar que realmente, oye, estamos aquí dando nuestra opinión. Ahora ya sí está la cosa un poquito descompensada, yo creo.、Eh, pero aquí no se trata ni de hablar ni de fanboys ni de haters, sino que cada cual da su opinión. Y la estamos, estamos ofreciendo con bastante respeto. El que no opine como nosotros sigue siendo una persona muy respetable para nosotros y le queremos muchísimo. Y con amor y con buenos alimentos. Se puede opinar tranquilamente, sin que nos enfademos, porque. ¡Ay, es que m o n f o r r es muy.、Hate. ¡No es hater! Está diciendo una cosa. Difiere de lo que dices tú, pero te ama. Entonces,、eh, vamos a tomárnoslo con un poco. Según a quién a lo de amar, pero bueno, vale, entiendo la idea. Amamos a todos nuestros oyentes. Entonces, vamos a tomárnoslo con calma. Solamente una película que nos gusta y a, y a ti te ha parecido un mojón. Pues te seguimos queriendo muchísimo. Y ya está, entonces vamos a seguir opinando tranquilamente. Sobre todo,、eh, mucha calma a la hora de, de expresarse en las redes sociales y demás, porque hay veces que、eh, os ponéis un poquito fascistas, ¿vale? O sea, porque hay alguien que dice una cosa que no es lo que vosotros opináis. Venga, relax, relax. Paco,、eh, hace una hora o así e s t a b a s intentando resumir la película. Creo que esta semana lo vas a conseguir. Vex. Yo ya no lo tengo tan claro, pero bueno. A ver.、Eh, bueno, la película, aparte de los créditos iniciales,、eh, empieza con、eh, un flashback de lo que ocurre en, en, en El hombre de acero, visto por, por Bruce Wayne. Escenón, ¿eh? eh escenón. Otro escenón, perfecto. Escenón. Además,、sí. ahí la música a mí me, me, me subió las, las palpitaciones. O sea, yo iba acelerado y un j o v e n madre、mía". Y aparte, ni siquiera es una escena de Batman, es una escena de Bruce Wayne ahí. Eh, look, ahora bien, ahora bien, ahora bien. <risa> Aunque es un escenón, me parece, me parece. Este tío, este tío es el mejor jefe del mundo. Pues no estaban los capullos de Industrial Wayne quedándose ahí. Se está destruyendo la ciudad. Hay unos rayos láser ahí machacando el edificio. Y los tíos, oye, que, que dejéis que abandonéis el edificio. Sí, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos. O sea, y si no llama para decir que abandonéis el edificio,、Se、siguen currando ahí los tíos que está la ciudad muriéndose viva. Hostia. Es、lo que... dijimos, tío, lo dijimos también, que es que es acojonante. O sea, que si Viene, no. Viendo, viendo la nave de fuera explotando y haciendo cosas, tío. Y es en plan, ahora, ahora que dice el jefe que nos vayamos. <risa> es que yo estoy. Me meto en el cerebro de Bruce Wayne aquí. Voy a llamar a estos y les voy a decir que se vayan, que estos son t a j e s que se quedan ahí. <risa> yo no me voy, que me da una extra de la hostia, ya v e r á Bueno, Paco, <risa> bueno, ánimo. El c e n ó n Bueno,、eh, y después de eso.、Eh, bueno, Batman、sí. y s u p e r m a n A ver, después de eso, eso.、Eh, pues empezamos a ver. Eh, eh, perdón. Eh, empezamos a ver básicamente. El, el, porque vemos cada, cada personaje. Vemos a Superman haciendo cosas de Superman, salvando a Lois Lane, que en esta película la salva varias veces. Y vemos un poco realmente. Eh, lo que opina el mundo de Superman,、eh, porque es, vemos muchas escenas de, de audiencias con el, en el Senado y todo eso, con, intentando ver si Superman tiene la culpa de lo que ocurre o no. También vemos、eh, a Batman y a, o a Bruce Wayne intentando averiguar algo, estaba buscando、eh, a, algo llamado el, el portugués blanco. Y poco a poco vamos viendo cómo todo confluye a, a, que,、eh, a que tanto Batman eh, vaya eh, enfrentándose o queriéndose enfrentar a Superman, como que vemos a Clark Kent viendo、eh, lo que está haciendo Batman con, con los criminales de Gotham. Y vemos el punto de vista de cada uno de r e a lo m e e de n t l que piensan. Y,、eh, to, con todo ello, vamos viendo escenas d e Lex Luthor y vemos que él realmente está manipulando un poco todo para llevarnos a este enfrentamiento.、Eh, el primer gran bloque de la película acabaría con la explosión en el Senado, todo ello con. Propiciado por Lex Luthor, que, y eso nos llevaría a que Superman se exiliara ligeramente y que en cambio que Batman、eh, se preparase totalmente para, para enfrentarse a muerte con, con el k r i p t o n i a n o Yo Adem, debo, debo decir、dime. que este primer tercio de la peli a mí me parece impecable. Veo cosillas así que me chirrían,、eh, como lo que hemos, acabamos de contar antes. Pero en términos generales, me parece que la película lleva muy bien el tiempo. O sea, realmente tiene un, un pulso narrativo que está bastante bien. Tengo el problema de que sale el exclusor por ahí en la peli, pero aparte de eso, realmente a mí me, me, me parece genial. Me encanta el instante de primera aparición de Batman per se, con el traje y tal, ahí en una esquina, como un vampiro de estos que hemos visto tantas veces y que incluso se escabulle de los disparos del policía de un modo muy próximo a un vampiro. Parece una criatura de la noche, de verdad, algo sobrenatural. Me, me, me gusta muchísimo en ese sentido. Total, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Yo realmente, cuando la película arranca y todo ese tramo hasta precisamente el Senado, yo pensaba que estaba viendo la película que quería ver. O sea, me parece magistral completamente esa primera parte.、Eh, efectivamente, la, el montaje está hecho a base de, de pequeñas escenas muy cortas, pero está muy bien montado.、Eh, realmente puede seguir la trama, puede seguir lo que está ocurriendo. Le pide mucho al espectador, en definitiva, pero la cosa está yendo estupendamente bien hasta ese momento. Sí, entonces pones la bomba en el Senado y le explota la película, es verdad. ¿Cómo, cómo? ¿Has dicho? Que pones la bomba en el Senado y lo que explota es la película, pero sí. No, pero quiero decir, hasta eso, que es, a mí me parece previsible, quiero decir, sé que algunos de vosotros sí que se. Pero yo, yo lo de la silla. Lo estaba, viendo, lo estaba viendo venir. Pero, no, no, sí, si、sí, lo que me refiero es que a partir de ahí ya. Pues, eso, y pues, y sí, este, de ahí para adelante, malamente.、Ya. Y estoy de acuerdo con Paco en que es desolador la, la imagen de, de un Superman que se ha quedado ahí en medio de la explosión y sigue ahí, está todavía todo ardiendo a su alrededor y, y él se queda ahí compungido porque, porque no estaba lo que tenía que estar. O sea, se, se la han colado por, por una falta de atención, de concentración y tal, y bueno, en fin. Mira, a mí eso, a mí eso me, molesta, me molesta bastante. O sea, podría entender en un momento determinado que eso le pasara a Superman, podría entenderlo, podría, etc. é t e r a Pero es que estamos en una película donde a este hombre no, no dejan de pasarle cosas. O sea, que es que cuando no le engaña a uno, le engaña al otro. Cuando el otro le pone la criptonita por delante, resulta que pierde los poderes. Que luego el otro manipula los trastos de su mundo para crear un monstruo. Es que le pasa de todo. Es que además lo presentan continuamente como una especie de dios impasible que está ahí por encima del bien y del mal.、Mm, bueno, pues、eh, más parecido al doctor Manhattan de Watchmen que no va verdaderamente a Superman. No hace nada en la película realmente. No es que ahí se quede perdido porque no ha visto la bomba, etc. Que bueno, si fuera una cosa aislada, está bien. Pero es que incluso los salvamentos que vemos en la película son escenas, momentos, imágenes prácticamente. Que en vez de pintarse con un lienzo y con un pincel, se pintan con CGI, pero ya está, es una imagen, nada más. Entonces, claro, a mí la escena del Senado me parece un poco, pues eso, me parece un poco Watchmen. Me parece un poco, bueno, este es un dios aquí impasible que ni le van ni le vienen las cosas, las cosas le salen mal y se enfada y se va. O sea, es que, sinceramente, no, no, no es lo que yo espero de, de un personaje. Pues yo no estoy de acuerdo en que parezca un dios impasible. Yo en esa escena realmente veo el dolor que, que, que acaba de. O sea, el dolor de, de sentir el, la frustración de no haber podido hacer nada. Luego es cierto que dice que, que ha sido un error suyo y tal, pero realmente tampoco tendría por qué pensarlo. Y es cierto que、mmm, sufre en todo momento, pero no es porque. Porque él esté alienado de la humanidad, como s í que le o c u r r e a al doctor Manhattan. Es precisamente todo lo contrario, porque, porque es un humano y sufre. Él sufre en todo momento por el hecho de que haga lo que haga, siempre va a haber gente que le esté dando caña. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, en esto que acabas de decir. Ahora, también estoy de acuerdo con Monfort. En el sentido de que, y ya lo he dicho antes, es que es un poco pupas. Es que le pasa todo. Está todo el rato、eh, claro. ciertamente lacrimógeno por todo. Ahí no me entiende nadie. ¿Qué hago? O sea, todo lo que hago está mal. O sea, y un rato. Vale, ves que está toda la película así. Es que el único instante en el que le vemos es el momento bañera, que está así alegre. Es el único momento en el que le vemos sonreír. Y el resto de la película está todo el rato. Joder,、sí, es que que que son góticos. O... En el momento bañera, es que hasta Lois Lane le está ocultando algo en ese momento. O sea, hasta su mujer le está ocultando algo en ese momento. Dices, joder, es que es el colmo ya. O sea, tío, es que de verdad. Es que ni una, ¿eh? O sea, no le dan ni una. O sea, no es que el guión esté desequilibrado a favor de Batman. Es que, es que Superman no está directamente. O sea, es que no está.、Mm. está, está no, no es su película prácticamente. Ya en el s e g u n d o tercio. Mm, a mí la peli, ahí yo ya empiezo a tener problemas. A muchos, o sea, bueno, Jaime, tú has dicho que ya a partir de ahí la película acaba para ti. Monfort, tú estás de acuerdo también. en Sí, o o menos? más、sí, s básicamente sí. De ahí para adelante, m a、eh, n Yo a partir de ahí ya es cuando empiezo a ver cosas que no me gustan, pero todavía sigo viendo cosas que me gustan. Entonces estoy ahí, sí, sí. sí. Entonces, a mí el primer tercio me gusta muchísimo, me parece perfecto, incluso.、Uh -huh. El último me parece deplorable de principio a fin, no salvo prácticamente casi nada. Y entre medias estoy ahí entre sí, ¿no? Por eso yo soy... estoy en un punto raro, o sea, no, no, no me comprendo yo a mí mismo, soy un incomprendido de mí mismo ahora mismo, porque me pasa un poco como Superman, porque es que es una sensación de 50-50 total, o sea, me gusta media película, no me gusta media película, pero. Tal cual. Y en el, en el grupo central es donde encuentro las mayores irregularidades, ¿no? Porque, bueno, al final, en el último tercio me dediqué a, sencillamente a desconectar. Bueno, s í veía a la Galdós por ahí despatarrada en algún momento, ahí sonriendo, en plan, ¡ay, me ha dolido! Eh, eh, bueno, está, había cosas por ahí jugosas, interesantes de ver, quedaban bien en pantalla, pero a mí ya la película me da completamente igual.、Eh, por eso, bueno, aunque estos finales de rock'n'roll a d climáticos que solemos ver en, en las películas de superhéroes y. y Especialmente en las DDC, pero incluso esto le pasaba hasta a Nolan. ¿eh? Normalmente yo tengo muchos problemas con ello porque no saben rematar realmente bien este tipo de circunstancias. Es más, yo creo, fíjate que de, creo que desde Los Vengadores no he visto un remate final verdaderamente bien afinado y en este sentido、pues、seguimos ahí. Pero yo creo que es otro、oh, de estos males endémicos que tenemos en este tipo de películas. Pero es en el tramo central donde es con un poquito de cuidado. Pues la cosa tendríamos, o sea, tendríamos una mayoría de, de, de película que, que tiene sentido. Pero bueno, en fin,、eh, básicamente sobre aspectos que nos gusten y que nos disgusten. O sea, Monfort, di algo que te guste, por Dios. Algo que me guste de la película. O sea, Recuerda un momento,、eh, alguna <risas> escena o algo. Quiero decir, yo, por ejemplo, las intervenciones de. de a lo mejor la Batwin,、uh, Batala o c o m o la queramos llamar, ya tengo más problemas con ello. Eh, aunque no, no me disgusta, pero realmente la escena de persecución con el Batmobile y todo eso, o sea, con un Batman que va por todas y que no se corta ni un pelo, a mí me gustó. Mira,、eh, te lo digo muy sencillo.、Eh, en una película como esta, donde el problema es el guión, la historia, en definitiva, si tú te olvidas d e lo que es la. O sea, si tú en vez de ver la película de forma lineal, la desmontaras en pequeños cachos, bien pequeños cortos, pequeños, incluso imágenes sueltas, etc. Es una maravilla. O sea, es una maravilla. O sea, en la, en la representación visual de muchas escenas,、eh, escenas incluso, imágenes. En el caso de los salvamentos de Superman, por desgracia, no son escenas, son es, eh, imágenes. Eh, escenas completas, ¿no? Cuando es el caso de las apariciones de Batman, las peleas de Batman,、eh, los momentos de la v a d c u e v a O sea, todo eso desmontado en, en cachitos pequeños es maravilloso. Pero maravilloso. O sea, es brutal. El problema es que no hay una historia que sea capaz de i l v a n a r todo eso y de hacer algo coherente con todas esas escenas sueltas. Porque prácticamente ese montón de escenas sueltas, armamento de Superman, ataques de Batman,、eh, escenas en la Paz Cueva,、eh, prácticamente todo eso es glorioso si lo coges de, en bloques、pues、de, de tres minutos, de un minuto, de un segundo, etc. Pero como la historia hace aguas, pues la historia hace aguas. No, no se puede ver como una película de dos horas y media. Lo puedes ver como p、pues、u escenitas eso, e s sueltas, cositas sueltas que son impresionantes. Pero la historia no se aguanta. Así que ese es, el, ese es el problema. O sea, un cachito de esta película es glorioso, pero la película entera se hunde. Si estuviera más de acuerdo contigo, seríamos la misma persona. Yo creo. De verdad. Y, y por eso también, pues, o sea, ya un poco respondiendo todo esto, pues. Es, es... es curioso porque yo, por ejemplo, estoy aquí recordando momentos épicos. Hablamos de escenones y. Estoy pensando Batman en, Batman. Su, en rescate de Marta de Ken. Otros t e no, no sé,、sí. el tío llega allí, se veía a Manpor. Esto ya lo habíamos visto, habíamos visto en parte el en, en, el, en el, ese tráiler y tal.、Uh -huh. eh, y ya veíamos que, que este Batman repartía. Que era el gran problema que tenía Nolan. Y es que no, no sabe filmar peleas. Es así. Y no, no, pero Zack Snyder sí. Y、eh, habíamos visto ya Batman en algún momento así molar muchísimo, y aquí pff, se queda con todos. Nosotros. Nos, le, le adoramos. Y acaba con un g a s creo que es el único chiste. De, no sé、si、a lo mejor hay dos chistes en la peli. Uno de ellos es el momento de. Soy amigo、sí. de su hijo. <risa> y la otra sí. Desde había... hace poco tiempo <risa> tendría que haber dicho, pero. Amigo <risa> de su hijo. <risa> bueno, esperamos,、eh, que empieza a pensar en, en escenas. Digo, escenones. A ver, Batman.、Uh, Batman. Batman. n ¿eh? Batman. Eh, y, y empiezo a pensar en este no es de Superman.、Mm, eh, tengo, ¿Tengo problemas de memoria o no hay nada? Mira, el、eh, único. O, el o único le reparten o, o le dan es... o le dan. O sea, o le, o le, o sea es, que, es que no hay, o sea, Quiero decir, hay algunos momentos en, las, en, en la escena. En el momento en el que Batman se pone la armadura anti-Superman, por decirlo así. Y el otro, pues, aparece y se pegan, aunque no quiere pegarse. Y ha ido ahí, en realidad, a pedir su ayuda. Y se pegan, porque no hay más remedio. Los momentos en los que、eh, decías tú, Paco, que te da la sensación de que realmente Superman no le quiere meter en ningún momento. O sea, que realmente se está conteniendo y que no ha sido Superman en ningún instante, porque si, si quiere, lo, lo descuaja ringa. Pero yo le veo nada más que recibir. Y de vez en cuando la agarra y le tira y tal. Pero vamos, además, de, de un modo. O sea, Batman le humilla, ¿no? Esto está bien porque. En, por ejemplo, con esa armadura. Que está totalmente inspirada en el Dark Knight de Frank Miller.、Eh, pues hombre. Que, le humille, que Batman humille a Superman,、pues、para los lectores de c ó m i c s、pues、es una cosita. Hombre, yo sé que a lo mejor a los fans de Superman tenéis más problemas con esto, pero a mí es que m e encanta. O sea, realmente lo flipo. Los、cual. fans de Superman tenemos muchos problemas con eso, pero muchos. <ríe> ya entiendo. Pero quiero decir, a mí,、eh, que Batman se sobre. Lo que pasa es que en esta película, y como además no, no tenía sentido, yo ahí realmente no entiendo a Batman. Lo que está haciendo,、eh, o, o su motivación. Y entiendo que ahí el que tiene razón es Superman. O sea, quiero decir, coño, que te va, que te va a pedir ayuda, que, que no quiere pegarse contigo. Pero, joder, ver al otro que le engancha con el cable <ríe> del Bad g a r f i o y lo pone ahí a dar vueltas y a estamparle contra las columnas. O sea, mira, yo lo disfruto mucho. Pero realmente me quedo con, con, con la idea de que no he visto a Superman épico en ningún momento. Y es un tío que ha podido hacer cosas épicas. Y sigue siendo igual de aparatoso que en la primera película, que te pega un manporro y rompe un edificio, te arroja para allá y se carga una mansión. Pero verdaderamente、eh, no le veo un plan Mira, épico nunca. Esto, esto lo comentamos、eh, a, a tenor de uno de, de, de, uno de los t r a i l e r s creo que era el último por ahí,、eh, en el sótano del Planet, cuando comentábamos con detalle los t r a i l e r s que decíamos que, que, a ver, que el problema venía a ser que, es que luego el problema lo tiene la película, o sea, mucho más grande, evidentemente. Que es que en la película, mejor o peor, hay un montón de escenas icónicas de Batman. O sea, a ti te mola Batman, tienes Batman atravesando una claraboya, tienes Batman peleando como pelean los cómics. O sea, quizá haría falta algo más de Batman, menos de Bruce Wayne, yo qué sé, pero, pero tienes, tienes, tienes donde elegir momentazos de Batman, momentazos icónicos de Batman. De Superman, no, no hay ninguno. No hay ninguno, no hay nada. Es decir, es que el momentazo. icónico máximo de Superman, que es la transformación de Clark a Superman, la apertura esa de camisa mítica, ¿no? Aquí nos la sacan en una elipse. Es que la, la eliminan. No la vemos. Pero es que tampoco vemos a Superman salvar a nadie. Por ejemplo, sí que ves a Bruce Wayne salvar al principio a una niña de l a s cascotes. No vemos a Superman hacer eso. Bueno, salvar a la, la niña en la o c e m e x i c Claro, hay un momento que recorre medio mundo. n a no, n a no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n O sea, la niña, la niña mexicana ves a Superman aterrizar con ella. No la ves literalmente salvarla. Ah, vale, vale, ya sé a lo que te refieres.、Vale. ¿Entiendes? O sea, es que no hay、sí. ningún momento que digas, tengo un personaje que está en peligro. De hecho, al principio en la escena de Marruecos, bueno, Marruecos no es eso. Marruecos creo que es. En l fría, ¿no? Sí,、eh, no sé, es que a r m a r Rugo e es donde tenían que rodarla, que al final tampoco. Pero bueno, me refiero a esa escena, ¿no? e el norte de África o no sé dónde es.、Eh, cuando al fotógrafo se lo descubren como que es parte de la CIA, no sé qué y tal y cual, y le van a pegar un tiro, tú dices, ¡ey! Esta es una película de Superman. Aquí aparecerá de pronto la, la, la, la pistola, se va a quemar con visión calorífica. Superman aparecerá adelante y rebotará la bala. No, se lo cargan. Mm, yes, vale, aquí, yo, bueno. creo, yo creo que aquí está siendo un poquito excesivo. Sí que vemos a. A、Superman、eh, sí, haciendo cosas heroicas y salva a la gente del. Que no vemos a, a la gente del tejado que ha puesto el símbolo de Superman para que vaya a rescatarles en inundaciones, es raro. Le, le vemos de lejos y sin moverse. Vale, pues es que a mí me sobra que coja a esa mujer, esa señora y lo lleve a otro sitio. Quiero decir, a, acaba de aparecer. O sea, ya entendemos que les va a salvar. A la niña no la vemos cogerla de, de los cascotes y llevarla. Pero se la entrega a la madre. Quiero decir, entendemos que la ha salvado. Quiero decir, me sobra. No, no, no, quiero... pero a ver, yo no quiero entenderlo. Es que,、eh, es que, a ver, es que no quiero entenderlo. Quiero verlo.、Pero、o sea, ya... yo quiero ver a Superman. Hacer cosas de Super Bar. Es que si no, por esa regla de tres, podríamos haber saltado toda、Pero、la estás, escena de la pelea de Bar. Estás viendo el, el final de la escena. O el principio de la escena de no, la salvación. Por e s a regla es que de、sí. tres, podríamos haber cogido la escena de Batman y haber dicho, desde que llega el b a t m ó v i l pasar directamente cuando Marta Kendi está tranquila en su casa o a, a salvo con Batman. Pero quiero decir, hay momentos de la trama que tenemos que ver hacer las cosas, pero ese, ese, además, eso que es un momento de transición y estamos viendo ahí que salva a unos astronautas de, o sí, algo así, sí, porque si no, da, ¿de qué va a salvar o sea, la casa? A mí me da igual que hubiera sido la niña mexicana, que los astronautas, que el fotógrafo era el principio, pero algo tendría que ver, algo, algún momento. O sea, a ver. Por ejemplo, en la escena cuando aparece Batman por primera vez, cuando tú decías lo del Batman vampiro, ahí no hemos visto cómo ha derrotado a los, a los criminales, ni cómo le ha marcado, ni vemos lo que va pasando detrás. Lo vemos por los ojos de los policías. Bien, me parece perfecto. Luego, al final, tienes una escena donde, donde con detalle tú ves cómo Batman se carga un montonazo de criminales. Espectacular escena. No hay ninguna escena así de Superman, ni una, no hay nada. Pero nada. O sea, me parece muy bien que hubieran puesto dos, tres salvamentos de estos en plan elipsis. Pero no todos. Es que no hay nada. No hay ningún momentazo épico de Superman. Vale, ves, aquí ahora ya sí, te doy la razón.、Pues、claro, que, que no, que no puedo discutir eso. Eso está claro. Y de, y de hecho, el, el, también el problema está en que el único problema más o menos.、Eh, problema, el, la única escena, digamos, épica que tiene Superman, que es la, la, las tortas que r e p a r t e a Doomsday mientras lo está subiendo a órbita, es、mm. calcada de la del hombre de acero cuando están en Metrópolis pegándose él y Zod. Que le está dando un puñetazo, lo manda para l a Siguiente puñetazo, lo manda para l a Y esto es igual, es el mismo ascenso. Pem, pam, pum, pam. Entonces,、uh -huh. mmm, claro, como ya encima te da la sensación de repetición, pues tampoco te llena. Como, es、Pero、que como la... fan de Superman tiene que ser muy frustrante. Y hablando, y hablando de sensación de repetición, es que el sacrificio viene por partida doble. Es decir, se sacrifica en la escena del, del, del misil nuclear y luego otra vez con la dichosa lanza de Kryptonita. Y dices, a ver,、mmm, narrativamente, ¿qué sentido tiene que el mismo personaje haga el mismo sacrificio dos veces en la película? ¿Qué sentido、sí. tiene? O sea, ya no digo ya que quede mejor o peor y tal, o sea, pero narrativamente tú vas a contar una historia y haces que el personaje haga dos veces lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué sentido narrativo tiene eso? No tiene ninguno. Sí, sí. Paco,、eh, hay, hay cositas de la película Molan. Habla. <risa> Sí. Yo, ya, yo no, ya no sé si irme a llorar un rato algo, porque me estáis hundiendo en la miseria. A ver,、no, v a s a Tú aquí ahora mismo o sea, tienes un desafío porque, claro, si, al principio no iba a estar Monfort. Bueno, pensamos que i b a a llegar un poco más tarde. Ha llegado demasiado pronto. O sea, se ha apresurado para trolearte. Pero, no, está la cosa un poco descompensada. Yo estoy hasta por p o n e r m e tu parte ahora para igualar fuerzas. No, a ver, a mí, por ejemplo, la escena que dice de, de Doomsday pegándole golpes para arriba, sí que es una escena que me gusta. De todas formas, es que en el fondo tenéis razón. O sea, a mí las escenas que más me han gustado de la película no han sido de Superman, han sido de Batman.、Uh -huh. Por eso te digo que es una película que es complicada, que a mí me ha gustado a rasgos generales, pero, pero es cierto que, que me hubiese gustado ver más cosas. Porque es cierto que una escena de Superman de salvamiento estaría bien, aunque yo estoy contigo, Runa, que a mí yo estoy contento con las, que, los, con las que hay. A mí me parece perfecto, tampoco quiero ver. Además, es que ya sería redundar en lo que hemos visto en todas las películas de Superman, que siempre hay momentos de、eh, cuatro o cinco escenitas de salvando un atraco, no sé qué, no sé cuántos. Oye, pero no hemos visto a Batman en las películas de Batman hacer exactamente eso. O sea, es,、eh, pegarse, es lo que queremos. Pega, no, ya, pero pegarse, por ejemplo, pegarse con 18 matones. Batman me ganó la, primer, la primera escena n la apareció Batman. No, no, no, Batman. no, no, perdón, perdón. De esa forma no lo hemos visto nunca. n u n c a pero la idea es la misma. Pero ya, pero ya no era、no, no, e l pero,、si, pero si el tema es que eso mola mucho, mola muchísimo. Sí, si sí, está sí, genial. Sí. El problema es que eso no lo tenga Superman. Si a mí me、no. encanta que esté eso de Batman. Pero es que lo que han hecho es hacerlo de una forma diferente que no l o hemos visto nunca. Estamos en la misma situación.、Y、básicamente, es que no lo hemos visto ni ahora tampoco, porque no lo hemos visto. Ese es el problema. No sé, no, no que. e e deja de hablar, ya、eso. Monfort, colega. Está hablando Paco, déjale que hable. No, que no, no, luego no,、si、no van a perfecto, dar caña. Sí,、si, si、me parece perfecto porque además es un debate que, que, que ya hemos tenido. O es sea, que, que <ríe> no, no pasa nada por eso. A mí eso, pero esta.、Eh, a mí esa escena sí que me gusta, la de, la de Doomsday, la de, de Superman. Es cierto que a mí, por ejemplo,、eh, la batalla final con, con Doomsday no me gusta. Hubiese preferido algo más parecido a los cómics. Pero también es porque a mí、eh, esa parte de los cómics me gusta mucho. Y creo que ese Doomsday hubiese funcionado mejor que el que nos han puesto aquí. Porque, sí, porque a mí、sí. que, tenga, que、sí. sea tan. Porque es una mezcla entre Doomsday, es una mezcla también de parásito, porque absorbe energía, también es un poco bizarro. Y un、a、poquito ver, troll de las cavernas de Moria. Un poquito troll de las cavernas de Moria. A mí, yo hubiese preferido una batalla a puñetazo limpio. Y, y hubiese funcionado bien, por ejemplo, si hubiese habido un enfrentamiento primero, que, que todos los demás hubiesen acabado derrotados, y, y Superman hubiese llegado más tarde. Además, lo tenían bastante bien porque él estaba en el espacio. Podría haber sido una pelea de Doomsday contra Wonder Woman, perfectamente, que Wonder Woman hubiese acabado、eh, tirada por los suelos y al final Superman hubiese salvado la papeleta. Pero tampoco podías, podías porque, como tenías a Wonder Woman para presentarla para la siguiente claro, película y no, tenía que molar, pues tampoco podías claro, hacer que claro, acabara reventada. Es la gran lácara de la película. Es ese, ese final, a mí me parece que. No está tan bien como podría estar. Que me gusta, sí, pero yo hubiese hecho las cosas de forma diferente. No, está claro. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos: que se podría haber hecho de otra forma. Yo creo que el problema es que esta película quiere contar muchas cosas,、eh, pero lo único que hace es mostrarnos muchas cosas, enseñarnos、Exacto. muchas cosas, pero no todas están contadas.、Exacto. Algunas solo están sugeridas, pero las vemos en pantalla, lo cual. Creo que es、eh, bastante peor a que te cuenten una cosa y no te la muestren, porque no deja de ser una forma de añadir información que hay muchas formas de hacerlo. Recuerda lo que te dije cuando bajamos por las escaleras, que os lo dije a los dos cómo me sentía, que no lo voy a repetir aquí porque es un poco fuerte, pero recordad lo que dije, que s es、sí, justo sí, sí, eso. Sí. Es justo eso. Y perdón que, que encima habrá otro melón todavía, pero ya siguiendo con las pobres, que, o sea, con las que le hacen al pobre Superman constantemente, todo su conflicto, todo lo que gira la película en torno a. Este tío es bueno, este tío es malo, a mí no me gusta, vete Superman, pero yo le quiero. De toda, de toda la gente. Al final, en realidad, eso también se lo acaba sudando a los guionistas. O no se lo acaba sudando. Porque no hace exactamente lo mismo Superman que hacía en El hombre de acero: que es montar un pitote gordísimo con un tío、eh, hiperpoderoso también y, una, y montar un caos de, vamos, del patín. Hace exactamente lo mismo. Sin embargo. Ahora? Ah, ahora sí, funeral con honores, ataúd negro con la S de Superman, ya preparadica para el retorno de Superman, como tras la muerte de Superman y, en, en, en los cómics de Juicio Final. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad todo lo que le has dado a Superman en, la, en toda la trama es básicamente este conflicto? ¿Y también te la sacudes así? Macho, es que, joder. Es como para pensarse qué tienen los guionistas con, contra Superman. Vamos a ver, la,、no、cuestión, la cuestión, también os voy a decir una cosa.、Eh, aquí ya depende de, de. Aquí nos hemos reunido nosotros. Si nos hubiéramos reunido con otros compañeros que ya lo hubieran visto, pues、eh, tendríamos a lo mejor otro debate, otra tertulia. Este, este programa, si lo hiciéramos nosotros mismos con los que somos nosotros varias veces, nos daría resultados diferentes. Hay gente que con lo que, ha visto, con lo que han visto en la peli. Aunque haya lagunas argumentales, pues a ellos les vale. A lo mejor、eh, el Lúthor que tanto nos me ha horrorizado a mí, por ejemplo, pues a ellos les mola. Es un villano así.、Eh, no sé, q u é tiene eso, aquel. Bueno, pues si ya eso no te chirría, pues oye, has visto una Wonder Woman así maciza y que hace cosas. Tampoco hace falta mucho más.、Eh, solo con los momentos de Batman, pues ya tienes ahí mucho, mucho metraje que está muy bien. Y ya solamente con eso. Pues、para ti, la peli、pues、ha funcionado. O sea, quiero decir,、eh, a lo mejor no ha sido una peli completa a lo mejor no todo te gusta, pero. y les parece un peliculón. O sea, yo entiendo, entiendo a la gente que, que les ha gustado muchísimo esta película y que, bueno, pues perdonan ciertos, ciertas cosas. Y obviamente también entiendo a, a todas esas personas que, por el simple hecho, que me parece también un poquito excesivo, quiero decir.、Eh, Bueno, excesivo depende. O sea, tenemos que ser fieles a los cómics, no tenemos que ser fieles a los cómics. Somos muy, muy, muy fieles con esto, pero luego nos la sopla todo algunas de estas otras cuestiones, porque este Batman será muy Batman, pero es muy poco Batman para otras cosas. Entonces,、eh, si ya te enfurruñas porque ves a Batman matar. O、a lo mejor tú ya estás. No sé, puede que eso te condicione mucho el visionado, con lo cual no sé, no sé si a lo, mejor, este, a lo mejor podría ser alguno de los problemas, por ejemplo, que tuvieras Tumon Ford o alguno de los muy, muy, muy fans de este tipo de cosas. A mí,、mmm, yo soy muy fan de Batman. Lo he dicho muchísimas veces y siempre lo diré porque lo soy.、Eh, y yo entiendo que. Batman no debe ir por ahí matando. De hecho, una de las grandes, o sea, uno de, lo, de los mayores conflictos que tiene Batman con algunos de sus expupilos, véase máscara,、eh, capucha roja, perdón, y tal,、eh, es que, que, que, coño, que no mates, joder, o sea, que no, no es nuestro camino, esa no es nuestra filosofía. Y que aquí él vaya tan a la ligera, que, destruyendo, arrasando y masacrando,、eh, pues entiendo que, que es un error. Pero si acepto que este es el personaje que me quiere entrar y ya está, bueno, como me sigue gustando con todo lo demás, lo perdono. De Luzor no puedo perdonar nada. O sea, quiero decir, este es el Luzor que, que hemos traído. Bueno, pues、eh, aquí sí que no, por aquí ya no paso, pero es que no me gusta nada de, de este personaje. Entonces,、mmm, puede que a lo mejor en una balanza, en mi caso, la balanza esté completamente equilibrada. En el caso de Paco, pues tú estás muy contento. Y tú, Jaime y tú, Monfort, pues no lo estáis. Pero puedo comprender cualquier postura del de espectador que va a ver esta película. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un bloque de los oyentes, ¿vale? Vamos a ver cómo está el patio. En muy poco tiempo se nos han colado aquí más de 100 comentarios y no lo he dado. Desde que hemos empezado a grabar, hace ya mogollón de tiempo, con lo cual no sé, no sé, no voy a darle a refrescar porque entonces no sé cuántos habrá. Pero bueno, vamos a leer unos cuantos. Dice, a ver, a ver cómo está el tema. He estado sondeando antes y está la cosa muy igualada. David Díaz, Díaz, guión flojo o directamente malo. El montaje ya ni te cuento y una dirección a veces torpe. Con todo esto, tiene algunas partes salvables e incluso entretenidas. Me gustaron los guiños a la historia de Batman y a la futura Liga de la Justicia. ¿Dónde está la épica que se presupone un duelo de este tipo? Pablo López Veiga. A mí me ha gustado. ¿Veis? Una n e c a l u t a de arena, nada más empezar. Dos, uno sí y uno no. A mí me ha gustado.、Eh, quería decir que me ha dejado a lo mejor un poco fuera de juego Lex Luthor, el actor perfecto. Pero no he entendido sus motivaciones. Parecía el Joker. Pero los personajes me han gustado mucho. Mucho Affleck y el resto también. Yo le pongo un 8. Randy Vargas, lo mejor de la peli Wonder Woman. Lo peor, las dos horas restantes. Si, si, si se disecciona, tiene elementos geniales. b e n a f f l e c k como Batman, los cameos, las escenas de acción. Pero luego, viendo el filme, cuesta no quedarse dormido por momentos. Una lástima, otra oportunidad perdida por parte de DC. Venga, Abel Murillo, me ha convencido. Es un inicio valiente de cara a seguir la senda de Marvel Studios que ha marcado. Eh, alabo su valentía a la hora de no limitarse a imitar una fórmula conocida, sino que busca su propia identidad. Esto es un tema que yo quiero debatir ahora con vosotros, ¿vale? Su estética y su ritmo, dice Abel, arriesgan eso y bajo mi punto de vista sale reforzada. Una alternativa digna y de calidad al estilo luminoso y familiar de Marvel Disney. Da gusto tener d o n d e elegir y manera que sea más comiquera que la trilogía de Nolan. Que no todo tiene que ser trascendente y profundo. Bueno, un poco profunda, sí, es esta p e l i t a m b i é n o Bueno, Capitán v e r Barbúdez, capitán Barbúdez, dice: Decepción, tiene momentos brutales y muchas cagadas.、Eh, a ver, <ríe> más cositas por aquí, nos ponen aquí un meme que es una maravilla.、Eh, José López Serrato dice: Descafeinada, un giro en Batman totalmente fuera de lugar. Se notan mucho los retazos del Dark Knight, pero descolocados. Arturo Hidalgo Luna, una película mediana, con grandes momentos, pero una trama floja. Un Superman que le quitan crecimiento por presentar nuevos personajes. Batman cambia demasiado de tono entre el comienzo y el desenlace de la cinta, y en mi opinión, la mejor presentación de Wonder Woman y su batalla. a l i s t a i r Mortens dice: Soy fan de Batman desde niño, y la verdad es que dejando de lado la violencia exagerada y ese Batman que se pone a cargarse al primero que pilla, es un Batman bastante decente que utiliza maravillosamente la estrategia en combate por primera vez. Ahora bien, como película, muy mal escrita, con un guión que es un despropósito y una dirección bien floja. Que adapta las viñetas más o menos con detalles bastante interesantes, pero eso no es, lo que, eso no es que la salve demasiado.、Eh, Alberto Barrios dice: Un b a t m a n nuevo que pasa con creces el corte y una peli que se enmaraña en una historia demasiado floja de todo el universo de C, que se conecta bien en el futuro con el resto de personajes, puede hacer que esos errores de guión se difuminen un poco. Para opinar sobre Lex Luthor, habrá que verla en versión original, puesto ya estamos. Puesto que el doblaje creo que no l e hace justicia. En versión original es igual de mierda, Alberto. <risa> Dave Clavero, peliculón. Fui sin miedo a, pasar de, a pesar de las críticas nefastas y disfruté de lo lindo. También es verdad que el tono o el ritmo no le van a gustar a todo el mundo. CR Carl Fair dice: Me gusta, aunque la pelea creo que quieren que Batman esté siendo más sarcástico Stars. Vale. Y que Superman sea más de los 70. Vale. Y ahora resulta que W. O sea, Warner Bros. ¿eh? es la. No, a、ah, Wonder Woman, perdón, perdón, me lio. Y ahora resulta que Wonder Woman es la mejor, siendo la, la mayoría quien la mandó a comer gachas a la tía esta. Me quedé con ganas de más. No sé si he pillado algo de lo que ha dicho, pero bueno.、Eh, Joseph Omoon, puff, ¿por dónde empezar? La respuesta corta es que podría haber sido peor. Al menos no salí enfadado del cine y la disfruté todo lo que pude. La respuesta menos corta es que me ayudó mucho el ejercicio de no esperar mucho y de olvidar a Nolan, siendo un hecho aislado en las películas de superhéroes, cosa que no hizo mucha gente, además de no ir con el hacha levantada contra Ben Affleck y poner un poco de mi parte.、Eh, no me gustó el montaje final de la película, a veces se hacía caótica y entiendo que algunas personas se perdieran, por no hablar de que en algún momento parecía más un anuncio de las películas venideras que otra cosa, como el momento de ir pinchando en todos los metahumanos. El papel de Les Luthor, siendo bueno, era más Joker, q cota a c o s a Al final es una película de muchas de cal y muchas de arena. Pero como ya he dicho, p o d í a haber sido peor, como los j u e g o s Fantásticos. Vale. Francisco Escudero dice: La película definitiva de ambos personajes en cuanto a ambientación de cómic. Poco que reprochar, excepto que haya peores películas mejor valoradas por entrar por la risa en los espectadores en vez de por el impacto visual de cada viñeta-fotograma. Como veis. Hay de todo aquí, í ¿eh? César Navarro del Olmo dice: La película me ha gustado, pero no es perfecta. Afleck f es el mejor Batman que he visto en pantalla. Cabill ya era Superman desde Man of Steel. Aquí está con cara de enfadado toda la película. Wonder Woman está brutal. Se nota que l a a m a z o n a disfruta peleando. Lex, aunque me ha gustado, tal vez es demasiado Joker. Vamos a ver si seguimos más por aquí. Eduard García: Me gustó mucho una película llena de guiños a los lectores de cómics. A los lectores de cómics, perdón Un buen Batman. Genial la i n t o de Wonder Woman con un temazo sonando. Un buen Lex Luthor. Mis expectativas eran bajas, pero sí que es cierto que en algún momento se viene abajo.、Eh, y sigo aquí echando un ojo. Hay un p o r r ó n de comentarios. Ahora los vamos a leer todos, pero sí, no, sí, sí, no, no. Vamos, hay un poquito de todo. Como ya hemos dicho desde el principio, que en fin, con esta película no puede ser de otra forma. A los que les gusta, les gusta. A los que no, pues no.、Eh, a mí me gustaría que nos. Antes de que nos quedemos con nuestras, nuestros grandes momentos,、eh, yo he, he llegado a criticar, o sea, he llegado a leer críticas de algunas personas y a escuchar cómo algunos arremeten porque esta película, básicamente, p u e s n o e s Marvel, porque no hay más. O sea, he llegado, os lo juro, he llegado a leer por ahí. Es que es una peli muy oscura. Lo cual para me í o s a me hace reír, me hace reír. o sea, No, no, no puedo tomarme esto demasiado en serio. No sé, sea, a lo mejor hay gente que espera que Batman salga por ahí con mucho colorido, con mucho sonido, con muchas sonrisas y demás, pero estaríamos volviendo a la Edad de Plata. Francamente,、eh, que DC tome el camino de la oscuridad y de la profundidad. Mientras tenemos a, a Disney、pues、haciendo películas de superhéroes más comerciales y más familiares, me parece que es no solamente lo suyo, lo que tiene que ser, sino que me parece que es genial. O sea, me fastidia que empresarial y corporativamente DC quiera ya ponerse a la misma altura de Marvel y hablarla de tú a tú cuando todavía hay mucho trabajo por hacer. Y los pasos se están dando un poco aparatosamente, en mi opinión. Están ahí resbalándose con cada peldaño que, que pisan. Pero bueno, ya veremos. Son ellos mismos los que se van a pegar el estacazo aquí. Nosotros no tenemos culpa de nada. Ellos verán lo que hacen. Pero también、mmm, debo decir que realmente d e s e que busque su camino, que diga: mira, vale que a lo mejor metamos un poquito de violencia. En este sentido, Deadpool puede que a lo mejor、mmm, nos haga mucho bien a corto plazo, pero no sé si al final no va a acabar haciendo mucho daño. Que en los 90 había. Superhéroes súper violentos que molaban mucho al principio, pero luego aquellos fueron sin Dios. Entonces, no sé, no sé si con toda esta movida ahora que parece que ya podemos hacer películas de c a l i f i c a c i o n e s R, e ya podemos hacer que los superhéroes hagan aberraciones y cosas así un poquito más cafres. No me disgusta. Y d e s d e aquí que esto no es Disney ellos pueden sobrarse todo lo que quieran y más. El Escuadrón Suicida no creo que, ni que va a ser muy gamberra, pero no creo que vaya a ser ni tan violenta, ni tan excesiva, ni tan gore. Eh, como lo que creo que nos va a ir llegando poco a poco más adelante, pero bueno, esta es una opinión mía personal. Ahora mismo, en el momento en el que se graban estas palabras, pero yo sí que creo que, que DC se desmarque de Marvel, por lo menos en lo que se refiere a orientación en sus películas o cosas es que quieran inflarlas demasiado. A lo mejor esta película está muy sobrecargada, pero creo que es el camino. O sea, no, no puedes hacer películas con tantísimo humor cuando tú eres DC. Y solo porque Marvel está yendo muy bien. O sea, tienes que ir por otro camino. Pero eso se tiene que atribuir también a la carrera comercial. O sea,、no. Y en este sentido, creo que Warner y DC van sí, pero no, no sé qué pensáis vosotros. Bonfort, ¿tú qué opinas? Vamos a ver.、Eh, Marvel,、mmm, yo creo que no, no tiene nada que ver en esto. O no debería tener nada que ver en esto. Quiero decir, DC debería ser diferente porque. Sus personajes son diferentes,、eh, por tanto, tiene que tener otra manera de contar las historias. O sea, Marvel no debería importar en esto ni por acción ni por reacción. O sea, no deberíamos ni querer imitar a Marvel ni querer ser diferentes de Marvel y por tanto ser otra cosa. O sea, hay que encontrar el tono adecuado para su historia y hay que encontrar el, el tono que le toca. Yo no sé si el tono tan oscuro es bueno para una película de Superman. De Batman, quizás sí, pero no sé si es bueno un tono tan oscuro para una película de Superman. Pero no es este ni de lejos el problema de la, de la película, ni de lejos. Se puede hacer una película de Superman y, por supuesto, una de Batman con tonos muy oscuros y bienvenidas sean todas ellas. Pero el problema quizás no es exactamente que la película tenga ese tono, ni muchísimo menos, sino que、eh, en definitiva nos las, daremos, nos, nos las estemos dando. De hacer un cine adulto, de hacer un cine oscuro,、eh, complejo, etcétera, y luego nos planten un guión como este. Ese es el gran problema. Si ahí está genial, que sea oscuro. Si está genial, que sea luminoso. Lo que no e s t á tan genial es que en cualquiera de los casos te planten un guión como este. Entonces, en el caso de, de Marvel, pues bueno, es que realmente ni siquiera deberíamos comparar. Es que Marvel ha encontrado un camino, le va genial, sus películas son estupendas, entretenidas, etc. Y DC debería estar buscando su camino. El problema es lo que decíamos antes del apresuramiento. Esto es una corporación, esa corporación quiere estar a la altura de lo que está haciendo Marvel. Pero realmente dice que está haciendo las cosas diferente. Y yo no veo realmente dónde está la diferencia a nivel corporativo. O sea, realmente lo que quiere es, es tener lo mismo que tiene Marvel, un universo cinematográfico. Ese es el tema, en definitiva. Y por tanto, estamos imitando a Marvel cuando no deberíamos. Deberíamos decir, bueno, tenemos este personaje, tenemos, necesita este acercamiento, este otro. ¿Se puede hacer un universo cinematográfico? Por supuesto que sí. Pero quizá no habría que haber corrido tanto. Para que en una película tengamos que meter al mismo tiempo la segunda parte de m a n o f s t e e l la primera película de un nuevo Batman y los arranques de esa futura Liga de la Justicia que será la panacea de todo. No lo veo. Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario por ahí, chicos.、Mm, bueno, simplemente es que muy poco más se puede apuntar realmente. Pero si algo me queda por decir en, todo, en torno a toda esta cuestión es que veo un serio problema. O sea, yo. No tengo tan claro que el Escuadrón Suicida vaya a ser el pelotazo que vaya, digamos, a volver a catapultar a DC al estrellato o que vaya a empezar a hacerlo, ¿eh? Francamente, no, no, no estoy seguro. Ojalá lo sea, ¿eh? También lo digo, ojalá lo sea. Yo no, no lo tengo nada claro. Pero por una cuestión muy, muy simple, y es porque, ya digo, siguiendo un poco este hilo, en DC, Warner DC, digamos. Ya han tomado la decisión comercial, que me parece perfecta además, me parece muy inteligente, de desmarcarse de Marvel y de todo el género superheroico al uso,、eh, imprimiendo todas sus películas de un tono oscuro, ¿vale? Ya digo, me parece inteligentísimo, porque joder, ya, ya sabemos lo que son los superhéroes de cachondeo y de entretenimiento puro y duro, con más o menos fi,、eh, fidelidad con los cómics. Bien, esto ya lo sabemos. Esto es lo que hace Marvel y lo hace bien. Pues vamos a encontrar nuestro hueco y vamos a ganarnos a nuestra audiencia con otro tipo de cosas. Bien. Partiendo de esa base, es obvio que ya saben lo que quieren hacer. Pero no, no han encontrado el tono que necesitan. Y sobre todo, pues lo que decía Monfort, los guionistas. Que es que es una cosa de base. Es una cosa absolutamente básica. Entonces, lo que yo me vuelo que aquí va a pasar es que si siguen intentándolo y si siguen ir pillando a Marvel, de una forma u otra,、eh, van a estar haciendo pruebas. Van a estar haciendo pruebas constantemente. Y en cuanto den con la primera película que triunfe, dirán. Este es nuestro tono. Y ya empezaremos a ver, pues como ha pasado un poco con Marvel, películas de DC en ese sentido, aunque sean oscuras. Pero el problema es que no estoy seguro de que El e s c u a d r ó n Suicida vaya a ser esa película que les dé ya el tono a seguir en todas las demás. Y esto también tiene una cosa básica de estudio: es que Marvel lleva haciendo películas desde hace mucho tiempo, películas de nueva generación, digamos, porque obviamente. De DC ya teníamos las clásicas de Superman, las clásicas de Batman, pero los que reflotaron el género superheroico con intentos férreos fueron Marvel. Ya fuera, a través de las películas de Spider-Man de Raimi, con Daredevil, con X-Men. Pueden ser mejores o peores películas, pero eran intentos de pillar un tono y de buscar algo. ¿Vale? Y esto DC lo tiene en otras l i d e s como es en la animación, donde hacen unos, unas cosas cojonudas. e n este, sen este sentido, Batman b e g i n s y lo que vino después también tuvo mucho que aportar. Lo que pasa es que ya se veía pero, desde el pero principio. Pero ya no formaba pero, parte de un universo. Claro, Antonio, es que, claro exactamente. Ya se veía desde el principio que era un paréntesis y que esto、claro. era muy difícil de conjugar con otras cosas. Pero bueno, se intentó antes de que ficharan a Ben Affleck. Hicieron todo lo que estuvo en su mano por volver a traer a Kristen Bale, con lo cual hubiéramos mantenido ese universo. No, y de hecho, incluso en los tiempos de, de Christian b a l e y y de Batman Begins, la idea por aquel entonces era que el Superman de Brandon Rhodes hubiera funcionado bien. Y la cosa hubiera sido entonces, no sé si hacer un universo compartido, porque entonces no se pensaba en esta clave, pero sí que se pensaba arrancar con Superman y Batman y prácticamente em,、e、iniciar dos franquicias donde un año hubieras tenido película de Superman y otro de Batman. Y ese fue el plan. Lo que pasa es que el plan se les fue al garete cuando Superman Returns no triunfa. Y cuando realmente el Batman de Bale pega el pelotazo, es más con la segunda película que no con la primera. Con lo cual se encuentran con que tienen una franquicia de Batman que va de miedo, pero no tienen a d a más, absolutamente nada más. Y mientras tanto aparece Marvel y mete el concepto de universo compartido petándolo con el, precisamente por el tema universo compartido. Claro. Ahí está el tema. Paco, ¿comentarios? Sí, a ver, el, el gran problema de Warner, que creo que más o menos todos lo tenemos claro y más o menos hemos podido entenderlo por vuestras palabras, es que no ha tenido un plan hasta hace muy poco. Porque realmente、eh, tú te pones a ver el hombre de acero y no te da ninguna pista de que eso pueda conducir a un universo compartido. De hecho, por declaraciones que no sé si serán verdad o no, se, de, se dice. Que para la secuela de, del hombre de acero se decidió que iba a participar Batman、eh, pocos días antes de, de oficializar la, la noticia. Cuando tú no tienes un plan, por muy bueno o malo que sea, pero un plan desde el principio, es complicado hacerlo.、Eh, claro, cuando han intentado retomarlo con, con esta película, quizá, como ha dicho creo que Angulo antes, Tú no puedes hacer eh, eh, toda la fase 1 de Marvel, tú no la puedes hacer en una película. Es imposible. Por mucho que te haya gustado la película, no va a funcionar. Porque si hubiese funcionado,、eh, no hubiese estado tan dividida en la crítica, porque le hubiese gustado, a la, por lo menos, a una gran mayoría, o no hubiesen、eh, polarizado tanto las opiniones negativas y positivas. Eso es un problema. Y. Si no lo planteas de, de, de una forma correcta, que es lo que ha estado haciendo Marvel estos años, poco a poco, poco a poco, pues es que es imposible que salga bien. ¿eh? Es imposible. Que si hubiese salido bien esta película como, como todos pensábamos que saldría, pues a lo mejor sí. Pero en el momento de que esto no ha funcionado, tienen que plantearse cosas. Porque ahora no me sirve que, que como el Escuadrón Suicida triunfe o no. Pues vayamos a adaptar el tono del Escuadrón Suicida. Es que el Escuadrón Suicida、eh, es una película que tiene que ser totalmente diferente a una película de Superman, tiene que ser totalmente diferente a una película de Batman, pero es que además una película de Superman y Batman con la Liga de la Justicia tiene que ser diferente a una película en solitario de Superman. Cada, cada franquicia tendría que tener a lo mejor el mismo tono, pero, pero con matices. O sea, es que no es lo mismo、eh, un Flash que un Superman. Y creo que eso todavía no se han dado cuenta los de, los de Warner. Y hasta que no se den cuenta, pues vamos a tener este problema.、Uh -huh. Que le vamos a tener que perdonar muchas cosas los fans para que realmente、eh, les guste. Luego puede ser que, siendo este un paso intermedio un poco renqueante, nos llegue la Liga de la Justicia y digamos: pues mira, ha funcionado. Pero si no. Es que todo se desmorona, ¿sabes? Es, es un poco también. No me gusta hacer tantas comparaciones, pero、eh, ya lo dijimos en lo de Star Wars: que, sí, que muchos de los errores de, de esta primera parte se podrían subsanar con la segunda. Pero eso、eh, al final no te vale. Monfort lo ha dicho varias veces: ¿eh? la película tendría que haber estado cerrada. Es cierto, en, en definitiva, es cierto. Por mucho que a mí me guste lo que hayan hecho de intentar abrir las tramas y tal, quizá no era lo mejor para hacer en estos momentos. Y、Buah. todo depende del plan ese que, que no l a tenían, que lo han querido meter a última hora deprisa y corriendo y se nota. Pues ya veremos, ya veremos el, el futuro que nos depara. Lo que sí,、mmm, desde aquí, tengo que hacer un llamamiento a la gente en que creo que ganamos con la competencia y con dos empresas que funcionen bien. Entonces. Eh, no nos va a ir mejor a nosotros si unos、eh, pegan el batacazo y los otros triunfan. Y no, no comprendo ese corporativismo de cara a los fans. O sea, no puedo comprender. Yo soy más de Marvel que de DC, pero mi superhéroe favorito de toda la vida es Batman. Que no es exactamente un superhéroe, pero bueno, ya me entendéis. Y me gusta DC, un poco menos, pero Batman me encanta, es el que más me mola. Entonces, yo quiero que. que r Buenas películas en ambas corporaciones. Yo, yo quiero que DC tire para adelante y que Warner se centre un poquito. O sea, realmente quiero, quiero que les vaya bien en el futuro. Sin perder de vista a Marvel Disney, por supuesto. Bien, tenemos que cerrar. Así que, Antonio Monfort, últimas palabras y quédate con un escenario.、Eh, bueno. Eh... Ya digo, esta película para mí ha sido una decepción. Tengo que decir que, que la tengo que ver más veces. Estamos grabando esto muy pegados al momento del estreno. Por circunstancias habidas y por haber,、eh, no he podido verla aún todas las veces que, que me gustaría. La iré a ver más veces, la maduraré más, le daré muchas vueltas. Eh, dudo mucho que me saque del todo, por lo menos, esta sensación de decepción, de, de película digamos, fallida en cuanto a lo que es el tema de guión, pero、mm, me quedo con la idea de que, al menos visualmente, pues, tiene momentazos tremendos, que es una película con una belleza plástica tremenda en algunas escenas, con un primer acto prácticamente perfecto, aunque luego se nos desparrame. En fin, con muchas cosas、eh, prometedoras, que quizá e q u en ese futuro universo cinematográfico de DC, cuando llegue, pues llegamos a ver cosas、eh, muy interesantes, pero que de momento yo creo que se han quedado un poquito en el, en el tintero. Escenón, pues、eh, mira,、mmm, me quedo con el momento que casi me arregla la película, aunque hay varios más que podía citarte que están muy bien. Pero es el momento en el que Superman, antes de coger esa lanza para irse a, a por Doomsday, mira a Lois y le dice: eso de, Este es mi mundo, porque eso es el final del conflicto de, del personaje. Tiene claro que este es su mundo, por eso va a sacrificarse, por eso va a luchar. Y mejor aún, cuando le dice a Lois: Tú eres mi mundo. Ese momento me parece absolutamente maravilloso. Ojalá la escena global, digamos, que acompaña a ese momento, hubiera sido, como decía Paco antes, como en los cómics, esa muerte de Superman, como en los cómics, esa muerte de Superman épica, maravillosa, puñetazo limpio, cuando él es realmente la última esperanza.、Eh, ojalá hubiera sido así, no ha sido así, pero aún así ese momento para mí brilla con, con luz propia. Jaime Ángulo. Bueno, me podría quedar con la escena de.、Mmm... Combate de Batman gloriosa que ya todos sabemos, pero creo que es ir un poquito la fácil. Así que me voy a quedar, no obstante, con otra escena de Batman que es、eh, la persecución del ruso ubicuo, porque ese tío está en todas partes en la película. Y、mmm, cómo termina con ese, digamos, accidente, entre comillas, en el que aparece de pronto Superman, él se lleva la sorpresa. El coche, después de haber sufrido todos los disparos y todas las explosiones del mundo y está intacto, el choque contra Superman lo destroza. Y, y, y bueno, pues cómo se produce ese encuentro, ese v a c i l e podríamos decir, entre ellos dos, que me parece una escena que toda ella, la persecución con un tiempo fabuloso, con una acción vertiginosa también, muy Batman en, en un aspecto.、Eh, si olvidamos o echamos a un lado el tema de, de, la, de la muerte, pues me, fantástica, ¿no? Y, y muy, como muy sacada también de las viñetas toda la conversación entre ellos dos. Me parece. Me, me, me prometió mucho aquella escena, me, me gustó mucho. Paco Garrido, pues a ver,、eh, para empezar, quiero decir a todos los que no hayan visto la película, aunque se la, si no la habéis visto, la hemos destripado. Que intenten tener su propia opinión. Que ninguna de las críticas que lean, ni para bien ni para mal, o sea, mucha gente parece que como la están criticando negativamente, le tiene que gustar sí o sí. No, intentad tener vuestra opinión. Es una película. Difícil, a mí me parece una película arriesgada.、Eh, el final de la película, que no lo hemos mencionado, me parece que, que era arriesgado hacerlo porque no se ha visto mucho en, en, el, en, el, cine, en el cine de superhéroes. Una muerte así,、eh, aunque sepamos que seguramente que luego se se, se se irá al traste porque resucitará y tal, pero bueno. Eh, creo que se ha arriesgado a hacerlo y me parece que, que Warner, con sus problemillas, ha intentado hacer algo diferente. y Creo que hay que valorarlo, eso, aunque no sea la película perfecta, creo que tiene muchos valores. Es cierto que es mejor、eh, cuando la desgranas y ves las escenas que, que luego en su conjunto el guión puede flojear, pero intentad eso,、mmm, tener una mente abierta y sobre todo que la opinión sea vuestra, porque estoy viendo muchas influencias negativas y positivas que. Que a mí, para, para empezar, como fan no me gustan. Y como, como persona, creo que no, no deberíamos ser tan influenciables y evitar todo el h a t e r i s m o y, y lo contrario. ¿Como escena favorita? Pues no sabría ahora mismo con, con cuál quedarme. Quizá, quizá me voy a quedar con, con los créditos iniciales porque, a pesar de ser una escena tan vista. Que la hemos visto infinidad de veces, tanto en videojuegos como en series de animación, como en películas anteriores. Creo que ha sido la vez que, que más me ha emocionado y con eso me, me voy a quedar. Muy bien, hombre, yo estoy.、Eh, un, cuando yo terminé de ver El hombre de acero, aunque estaba en una situación parecida a la que me encuentro ahora, solo que distinta, era completamente diferente. Había cosas que sí, cosas que no, pero me parecía que era un inicio de algo. Y a partir de ahí no pasó como con Superman Returns, que se acabó, fue un coitus interruptos, fin. No, esto, bueno,、pues、se ha seguido, o sea, seguimos con este Superman, todavía iba a seguir, a pesar de que parece que muera, pero ya sabemos que no muere. Bien,、eh, creo que esta, bueno, esta película ya no es que sea el inicio de algo, es el inicio de muchas cosas, pero parece esto una frutería y da más a dos melones abiertos. No sé, no sé. Si todo eso luego de verdad va a conectar bien con las siguientes producciones. Porque hay muchas veces que tú planteas una cosa al principio, pero luego pasan los años y la cosa se orienta de otra manera y de repente pues hay cambios, hay cambios y ya luego acabas viendo eh, eh, la película donde se originó todo y ya no, no acaba de casar todo el asunto. Bueno, esperemos que todo esto cuadre, con lo cual, si ya hay más películas que realmente cuenten estas historias que aquí se han empezado a perfilar. Pues quizá esta película más adelante en el futuro yo la vea de otra manera. Ya veremos si hay coexión con lo que venga después.、Mm, no es que tenga un hype de la muerte, ni muchísimo menos, pero tengo fe en que van a llegar. Van a llegar grandes películas y que realmente Warner lo, lo conseguirá. De verdad que nos va a traer esa película que va a ser la que realmente marque el antes y el después. A partir de aquí sí que sí. Porque ahora estamos. Estamos toda la chavalería y todo el f a n d o m Ahora mismo estamos muy divididos. Aunque otros tengan otra sensación. Bien, pues habrá que esperar. Estamos en, viviendo tiempos interesantes. A ver qué ocurre a partir de aquí. Con respecto a la escena que a mí más me gusta, pues, hombre, como habéis, <risa> habéis citado las, las mejores realmente, yo voy a rememorar. El momento del entrenamiento de Bruce Wayne, le vemos ahí entrenar de un modo como muy salvaje. O sea, fíjate que este tío tiene pasta y podría tener cosas así muy de. Pues eso, como entrenaba Iván Drago en Rocky 4, ¿no? Con mucha tecnología y tal a su alrededor, no nos entrena aquí a lo bestia, a lo salvaje, pegándole martillazos ahí, una rueda. Bien,、eh, me ha gustado porque además la música ahí está bastante bien y nos promete que se va a liar Troyana. Me quedo con ese momento. Chicos, se acabó. Ha sido un placer. Igualmente. Pues sí, un abrazo a todos. Un saludo. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarte con nosotros. Opiniones, sugerencias, dudas y críticas constructivas. Envía tus comentarios a órbitaendor.com. Búscanos en las redes sociales. La órbita de Endor es fácil de encontrar. Y visita nuestros espacios oficiales: la órbita de Endor.com y la órbita de Endor.blogspot.com. El que quiere llegar a nosotros lo tiene fácil. ¡Te esperamos! Atomic bombs a n the second coming of Jesus. Y nos marchamos ya, nos marchamos ya. Creo que llevamos ya un tiempecito por aquí. La música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Alexander Bulgarov, Gregoire l o r m Simple Fixty, Angel Composer, Celestial Ion Project, e x c y r i l Christoph Burthardt, Mark Teichert, Nelson Jensen y Ethernast. Queremos dar gracias a los siguientes amigos que han apoyado la causa: l o d e r Jesús SG. De San Agustín de Guadalix, Pablo R.A. de Málaga, Julio Aillón H. de Barcelona, que se ha portado de lo lindo, Berta V.P. de Barcelona y Rafael Ignacio de Urapán en México. Seguimos con el asunto del, del concurso. Vamos a dar una semana más porque todavía nos siguen llegando respuestas de. La Primera parte del concurso con la respuesta de c r a m e Freeman, es decir, la tatuadora que se llamaba Amatista Ardiente, y todavía hay gente que nos sigue mandando esa respuesta, pero no, estamos ya en, en la segunda fase del concurso. Estamos preguntándoos, dentro ya del especial de Gerald de Rivia, que, cómo era el nombre de ese vampiro de cuatro siglos de antigüedad que forma parte de la tropa de Gerald de Rivia, del brujo. De acuerdo, son cinco nombres los que nos tenéis que dar. Y al ganador se va a llevar una trilogía completa del Mar Quebrado. La trilogía del Mar Quebrado, escrita por Joe Abercrombie. Ya sabéis, medio hombre, medio reino y media guerra. Los tres libros irán a parar al que averigüe cuáles son los cinco nombres de este vampiro. De acuerdo, vamos a estar otra semanita más. A ver si, a ver si la gente ya se va sentando. Y la, en el siguiente programa daremos al segundo ganador y luego tendríamos un tercero. Bien,、eh, no tenemos mucho más que decir. La próxima semana volveremos por aquí con la órbita de Endor. Chao, chao. オッビタで。